Salvo r i l l a s del Mediterráneo, donde veremos abundante nubosidad, con posibilidad allí de que se produzca alguna precipitación débil. Ya por la tarde se esperan tormentas en puntos del oeste de la península y en el norte de las islas más montañosas de Canarias. También allí podría producirse algún chubasco. Hoy de nuevo activado el aviso naranja en la provincia de Cádiz por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Menos frío hasta ahora, temperaturas más suaves en el Cantábrico. Las máximas vuelven a subir. Salvo en la zona de Levante y en el sureste. Llegarán a los 30 grados en Ciudad Real, a los 28 en a Coruña y se quedarán en el entorno de los 20 en Teruel. Roberto Brasero nos va a dibujar enseguida el mapa completo del tiempo. El día después del apagón, la España peninsular intenta recuperarse progresivamente del escenario insólito vivido este lunes en nuestro país. Después, que después de que pasadas las doce y media del mediodía se produjera el colapso total del sistema eléctrico y por primera vez toda la península ibérica se haya visto afectada por un cero energético, o lo que es lo mismo, por la pérdida súbita de la generación eléctrica que ha dejado sin suministro a 15 comunidades, en muchos casos durante más de diez horas. Ahora mismo, y según datos de red eléctrica, ya se ha recuperado el 92,09% de la demanda. La red ferroviaria es, sin duda, la gran afectada con la paralización de todos los servicios de cercanías, de media y de larga distancia. Enseguida lo vamos a actualizar. Miles de pasajeros han tenido que ser evacuados después de quedarse varados en trenes en toda la geografía nacional. 32 estaciones han estado abiertas durante toda la noche, así continúan para coger. A muchos de estos viajeros que se han quedado con el billete en la mano, sin poder salir y además sin alojamiento. Así lo vivían esta madrugada en la estación de Puerta de Atocha, en Madrid. La policía de aquí al lado sí que nos ha dado de su comida. Pero a los niños. Nosotras somos de Málaga y hemos venido para e aquí r a unos días y nos hemos venido con la sorpresa de que hoy llevamos nueve horas, ¿no? nueve o diez horas, llevamos dando vueltas de un, día, de un sitio para otro y después de estar nueve horas de pie dando vueltas, aquí estamos tiradas en medio de la estación. Todos los hoteles y hostales estaban llenos, no hemos podido coger ninguno. Y bueno, pues aquí estamos, esperando que pase la noche y ya mañana pues, continuaremos si viene la luz o si, si está el tren dispuesto. Hoy los billetes de toda la red de cercanías, aquella que funcione, enseguida os lo vamos a contar de Renfe, van a ser gratuitos. Los hospitales han podido operar con normalidad, pero esto gracias A los grupos electrógenos, aunque muchos de ellos van a reducir hoy sus consultas y todo lo que no sea urgente, incluidas las cirugías. Ocho comunidades han solicitado la declaración de emergencia de interés nacional. El Gobierno Central, por tanto, se pone al frente de la gestión de la crisis en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en La Rioja, en Madrid. En Galicia, en Castilla-La Mancha y sí, también en la Comunidad Valenciana. Este martes allí sí que van a abrir los colegios, lo ha solicitado el Ministerio del Interior, aunque no vaya a haber actividad lectiva. Además, unos 30.000 agentes de policía y de guardia civil se han desplegado para garantizar el orden público y la circulación, para evitar que se produzcan situaciones de inseguridad, sobre todo con la caída de la noche. Ahora les vamos a ir contando, como haremos durante toda esta mañana en el programa, la cara en principio más amable de este apagón. Que es la de la vuelta poco a poco a la normalidad, también en los centros de trabajo y en las empresas, la recomendación de las autoridades. Pasa por limitar los desplazamientos. Allí donde haya dificultades para hacerlos, los derechos laborales, insisten, siguen igual de protegidos, incluidas las retribuciones. Todavía de madrugada, Pedro Sánchez advertía de que esta noche iba a ser larga. Lo decía desde la sede de Red Eléctrica, donde ha estado realizando el seguimiento de estas últimas horas de toda la situación, acompañado en este caso por las vicepresidentas Montero y a g e s s e n Y también del ministro ó s c a r López. Antes de la reunión del Consejo de Ministros, como la de todos los martes, Sánchez va a asistir en Moncloa a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Va a ser a las 9 de la mañana y va a estar presidida por el rey Felipe. La gran pregunta para la que todavía no hay respuesta. Es la que tiene que ver con las causas, las causas de este apagón histórico. En dos comparecencias públicas, el presidente no ha descartado ninguna hipótesis. Portugal, por cierto, también se ha visto afectado y, además de lleno, el gobierno luso ha decretado allí la crisis energética para poder facilitar la gestión de la atención sanitaria y de las telecomunicaciones, aunque el suministro también se ha ido restableciendo con el paso de las horas. El primer ministro Montenegro sí que ha apuntado que el origen de este apagón, al menos el suyo, estaría fuera de. Su territorio muy probablemente apuntaba hacia España. Todos estos detalles cruciales son los que aún están por determinar. Así es, que así es como comienza este martes, martes complicado, ya lo ven. Lo hace con algunos de los sonidos que han marcado estas últimas horas. 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Se han desconectado. La interconexión con, con Francia, tanto del sistema eléctrico peninsular español como el portugués. De momento no hay nada que nos permita afirmar que hay ningún tipo de boicot o ciberataque. Que guarden cualquier justificante de cualquier daño colateral ocasionado por este apagón. Productos que se han estropeado en un arcón congelador, electrodomésticos que no funcionan. Cualquier daño colateral porque no hayamos co podido coger ese transporte. No colapsar ninguna vía de comunicación, no, no, no, no salir de casa, desenchufar los aparatos eléctricos para permitir que el sistema pueda recargar con más facilidad. Mi esposa necesita el oxígeno las 24 horas. Y claro, como se ha ido la luz, ahí tenemos un aparato fijo conectado a la corriente eléctrica con concentrador de oxígeno, pero nos hemos quedado sin eso. Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jéssica de Jesús. Las 6 y 6, 5 y 6 en Canarias. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. En dos ocasiones compareció ayer en el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno, la primera seis horas después de iniciado el apagón, generalizado en 15 comunidades y del que solo se han librado los dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Lo hizo en torno a las seis y cuarto de la tarde, después de presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que en poco menos de tres horas, como les decíamos, va a volver a reunirse esta vez presidido por el Rey. La segunda comparecencia fue poco antes de las once de la noche. El presidente ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad y sin especular. Lo que ha pedido a los ciudadanos es que no hagan caso de las informaciones de dudosa procedencia, porque este tipo de crisis, decía, suelen ser muy propicias para la divulgación de bulos. También se ha dirigido al conjunto de los trabajadores, sobre todo de aquellos lugares en los que aún no se ha logrado restablecer el suministro. Que prioricen su seguridad y que aquellos trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse a sus lugares de trabajo o que hayan recibido de sus empleadores la instrucción de quedarse en casa, Que lo、no、hagan. 32 estaciones de tren no han cerrado sus puertas durante toda la noche para acoger a los miles y miles de viajeros que se han quedado literalmente tirados. Hasta 35.000 han tenido que ser auxiliados después de quedarse atrapados en los propios convoys. En 136 trenes de madrugada solo quedaban ya tres por evacuar. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha garantizado que esta mañana va a haber servicio de alta velocidad, eso sí, Salvo en algunas conexiones, la línea Hornachuelo-Sevilla y el corredor a Galicia, desde Sanabria, siguen a esta hora de la mañana todavía sin tensión eléctrica, de modo que los servicios a la comunidad gallega no van a estar operativos y tampoco el que transcurre por Córdoba, Sevilla-Huelva o por Cádiz. En cuanto a cercanías, solo en Asturias y Cantabria van a circular hoy los trenes con total normalidad. Ahora mismo están suspendidos los servicios en Alicante, en Zaragoza, en Cádiz, Sevilla, Málaga, Bilbao y en San Sebastián, en Cataluña. Funcionarán en principio al 60%, al 50% en Madrid, salvo la línea C5. Están suspendidos también los trenes de media distancia en Andalucía, en Extremadura, el Corredor Atlántico, el primer a v a n de Toledo y también las conexiones con Medina y con Salamanca y el Ferrol Ortigueira, además del León Guardo. Renfe lo que está pidiendo es que se consulte toda esta información. La información Que les comentamos a través de sus canales oficiales, porque lógicamente se va a ir actualizando con el paso de las horas. Vamos a buscar una primera conexión en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, que, como les decíamos, es una de esas estaciones que ha estado abierta durante toda la noche. Amparo Piqueres, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Hola, Amparo. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la situación a l l í hasta ahora? Bueno, pues la situación a estas horas aquí en esta estación, como decía, s es la estación Joaquín Sorolla de Valencia, donde salen los trenes de alta velocidad del AVE. Es de normalidad. Una estación que ha permanecido abierta toda la noche y que ha acogido a, a unos 150 personas que se han quedado atrapadas aquí en Valencia desde el apagón y que no han podido encontrar alojamiento. Uno de ellos es el IER de Madrid, que nos ha contado que espera poder coger el primer tren de la mañana. Hemos conseguido comprar uno, gracias a Dios, y tener la seguridad de que volvemos a casa por lo que pueda. Pasar porque a a s r p al final es una incertidumbre y nada, pues toda la noche aquí、eh, intentando dormir, aguantarla, y ahora hasta las seis y media que tenemos el nuestro, pues ya nos vamos, si Dios quiere. En cuanto a otras estaciones de la Comunidad Valenciana, en la de Valencia Norte hay aproximadamente también 100 personas y en la de Alicante unas 200. A todas se les ha facilitado mantas y habituallamiento para poder pasar la noche. Hay también, Miguel, 600 personas entre Torreblanca y Oropesa en un restaurante que han sido evacuadas de un tren entre estas dos localidades. Metro Valencia y el tram de Alicante han anunciado que debido a este apagón eléctrico no pueden garantizar el inicio del servicio este martes con normalidad. El gobierno valenciano ha pedido. al Gobierno de España, como ya hemos contado, la declaración de situación de emergencia de. Nacional. A estas horas, la comunidad ya ha recuperado alrededor del 85% del suministro eléctrico, según informaba la delegación del Gobierno. Y a nivel educativo, como decíais, los centros docentes abren esta mañana sus puertas, pero sin actividad lectiva. A pesar de ello, por ejemplo, los ayuntamientos de Alicante y Elche han decidido suspender las clases al no estar garantizada la luz. Del mismo modo, la Universidad Politécnica, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche también anulan la actividad académica. Respecto a los hospitales de la comunidad, Miguel, están funcionando casi con total normalidad con luz, aunque hay cuatro generadores en Vinaroz, en La Pedrera, en Torrevieja y en Requena. Gracias, Amparo. A lo largo de la mañana volveremos hasta allí y al resto de las comunidades para ir actualizando. Toda la información en Madrid, además de las estaciones de Atocha y de Chamartín, se ha habilitado el Palacio de los Deportes de la capital, el Movistar Arena. La empresa municipal de transportes ha trasladado de forma gratuita desde la primera de estas estaciones a todos los viajeros que quisieran pasar allí la noche, decían de una forma un poco más cómoda que en la propia estación de Atocha, en este recinto que se ha habilitado para acoger. Hasta a 13.000 personas, como ha ido por ahí la noche. María Gómez Prieto, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.、Eh, sí, aunque la capacidad de este Palacio de los Deportes es muy amplia, finalmente han sido bastantes menos los que están pernoctando aquí. Son algo menos de 100 personas y una gran parte de ellos son extranjeros, turistas que tenían previsto ya hoy volver a sus ciudades y que finalmente se han quedado en Madrid tirados, que no podían coger sus trenes o sus、eh, aviones y se han quedado aquí. Entonces les han indicado que podían pasar la noche En Estre Centro nos lo contaba Juan Carlos, trabajador del Movistar Arena. Pues h a venido muchas familias con niños pequeños.、Eh, tenemos un 30% de extranjeros o un 40% de extranjeros y el resto nacionales. Y como digo, pues han venido también desde la estación de Atocha, sobre todo, y han venido en taxis y, y policía también ha traído a alguna persona. Directamente, venían un poco asustados, sobre todo los, los, los extranjeros que estaban con el, el, y con el idioma y demás, pues estaban asustados. En su mayoría, todas las personas que están aquí pasando la noche están ahora durmiendo, porque muchos han llegado muy tarde a este sitio, cerca de las 2 de la madrugada, y hemos podido hablar con algunos de ellos que no podían conciliar el sueño, que estaban ahí en los sillones de la entrada. Por ejemplo, este ciudadano de Egipto que ha venido desde El Cairo este lunes tenía que ir a Pamplona para ir a trabajar en una industria, pero su tren, claro. Sin electricidad no ha funcionado, así que está preocupado por si hoy finalmente no llega. Nukelaump PREAIK o r o n は v 分の u s Gracias, María. Este apagón, ya lo saben, ha sumido a casi todo el país en un escenario inédito. Ha tenido un gran impacto en la vida cotidiana, aunque es verdad que no en todas las comunidades se ha prolongado durante tantas horas. En comunidades como el País Vasco apenas duró dos horas, en otras como la Comunidad de Madrid, llegó a durar. Más de 10 y en otras todavía ni siquiera se ha recuperado el suministro eléctrico. Ha dejado ciudades sin semáforos. Los centros comerciales, algunos cerraban y después abrían tirando de generadores. Cientos de personas se han quedado atrapadas en ascensores, en garajes,、eh, han tenido que ser rescatadas. Ha habido desalojos en metros de grandes ciudades, atascos kilométricos en carreteras, autovías, peatones desorientados y también muchos ciudadanos que han acudido otra vez a tiendas, otra vez a bazares. Donde se han repetido imágenes que a muchos les recordaban a episodios vividos durante la pandemia, aunque esta vez los artículos estrella, los más buscados, eran otros. Radio. ¿Rápido? No, radio, radio. Ah, ah radio. No, no queda. ¿Radio y pilas? Tampoco. p i l a la que queda es triple A, doble A y esa de botón, p e r l e a n gran... Sí. Doble A. Mira, m、pues、e si queda de、joder. 9 voltios. No, la doble A es la normal. La grande no queda. La cuadrada de 9 ¿Esto voltios. ¿Esto q u e da? Linternas.、Si、contamos así. Ya linternas. Hay... Linternas, linternas, pilas y sobre todo radio. La radio a pilas en los polígonos industriales. Esta mañana se va a intentar, esa s es al menos la intención, recuperar esa normalidad una vez que el suministro vaya recuperándose. Aunque no todas las empresas van a poder hacerlo con su actividad a pleno rendimiento, al 100%. En Navarra, por ejemplo, los empleados de Volkswagen. Acortaron ayer su jornada, incluso los del segundo turno ni siquiera pudieron ir a trabajar. ¿Qué previsiones hay para esta mañana? Honda Cero Navarra, Jorge Tirapu, buenos días. Buenos días. En principio, los trabajadores del turno de mañana han sido citados,、eh, de v o l k s w a g e Navarra n han sido citados en su puesto de trabajo desde las seis. De hecho, en esta puerta principal de la factoría del Andaben, en principio, están entrando los coches con total normalidad. Ahora bien, nos decían algunos de los trabajadores que están citados para trabajar, pero que no saben si la plantilla podrá funcionar, o la planta, mejor dicho, podrá funcionar al 100%. Escuchamos a Izaskun.、Oh. Pues no tengo ni idea. Ahora vamos a entrar y nos lo comentarán. No tengo ni idea. A la noche parece como que no han. Bueno. Dijeron que no, no viniesen, pero bueno. Y o ya... estoy de turno de mañana, entonces no tengo ni idea.、No、¿Y os han dicho、más? que vengan por normalidad? Y hasta... Nadie nos ha dicho nada. Así、no, no、es... que. Pero no sabéis que os vais a encontrar ni nada, de nada. Yo me imagino que ya sí, porque ya veo que hay luz. O sea. Esa es la expectativa de los trabajadores en Navarra, donde sí que hay clase. Vuelve a la actividad y también en los centros sanitarios, ya que estamos en alerta número 2. Gracias, Jorge, por completar todo este escenario, este fallo eléctrico que también ha puesto contra las cuerdas todas las telecomunicaciones en el país. Los servicios de mensajería y las llamadas resultaban ayer tarea imposible durante muchas horas. En cuanto al transporte aéreo, los aeropuertos han logrado seguir operativos con algunos retrasos y cancelaciones de los 6.000 vuelos que estaban programados. Durante este lunes solo tuvieron que anularse 300. El tráfico marítimo sí que ha podido operar con total normalidad. Así que el apagón en la península ibérica, que ha venido precedido por un grave desequilibrio entre la generación eléctrica y la demanda, ha sido histórico. No hay precedentes. Los gobiernos de España y Portugal ya están investigando las causas, pero hoy dicen algún medio, algún diario, que el impacto ha sido tan grande que ninguna autoridad se atreve en este momento a descartar ninguna hipótesis. Más de uno en onda cero. Donde Alsina. A las 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa. La razón lleva el negro a toda su portada y un único titular, en dos palabras, en letras blancas: caos total. El gran apagón, el gran apagón, es el. Titular del diario El País en el Mundo. El gran apagón también desconecta a España. Cuenta que Red Eléctrica admite un fallo en el sistema nueve horas después. ABC escoge una imagen del público en penumbra, abandonando ayer el Madrid Open Tennis de Madrid, acompañado de este título. El gran apagón. La vanguardia habla también de España apagada. Leo en el español y a la prensa digital. El misterio de los 15 gigavatios desaparecido. Sánchez s dice que no sabe aún por qué cayó la red eléctrica. Feijó ofrece apoyo. y Al gobierno en esta emergencia nacional, pero avisa al apagón de luz, no puede seguirle un apagón informativo. En la prensa del Confidencial dice: Sánchez no aclara la causa del peor apagón de la historia y red eléctrica admite fallos del sistema. Y en el diario.es, la causa del apagón: dos puntos, a las 12:33 desapareció el 60% de la energía que se estaba consumiendo. En este punto, vamos a conocer ya en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Al menos el apagón no ha sucedido en condiciones de clima extremo que hubiese agravado la situación que hemos vivido en las últimas horas. Ya no estamos habilitados para soportar el calor intenso de pleno verano sin aire acondicionado ni el frío del riguroso invierno sin calefacción. Y ambos d e p e n d e n En gran medida de esa electricidad ausente en la mayor parte del día de ayer. Sin capacidad de climatización, el clima extremo se convierte en más insoportable. Y hoy tampoco lo va a ser, no va a ser extremo, aunque las temperaturas van a seguir subiendo, más cálidas que las de ayer y que las que corresponden para esta fecha, pero sin llegar a esos valores del verano que serían los preocupantes. Hoy, sobre todo, donde van a subir es en el tercio norte, ya lo están haciendo las mínimas de primera hora y también lo harán las máximas de esta tarde. Podrán llegar a los 24 grados en San Sebastián. 28 de máxima en Oviedo, 30 en o u r e n s e y repetiremos también 30 grados en Córdoba, Sevilla o Jaén. El viento de levante seguirá siendo noticia en las costas andaluzas, sobre todo en la provincia de Cádiz. Y esperamos nubes de evolución que esta tarde dejarán algún chubasco tormentoso en Extremadura, el sur de Galicia y c e l o s n u b o s o s con posibles lluvias en el litoral mediterráneo y en el norte de Canarias. Más de uno en Onda Cero. Hola.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 6 y 21, 5 y 21 en Canarias. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón, ha comenzado, comenzaba ayer de hecho, su intervención en Valencia en la víspera del Congreso del PP Europeo. Trasladando m e n s a j e de preocupación por lo que estaba ocurriendo, por este apagón, pero también de solidaridad con el gobierno, Juan Carlos Vélez. Y subrayó la importancia de que, a falta de suministro eléctrico, no se sumara a la falta de información, aunque dijo que era consciente de las dificultades y de que casi nada estaba funcionando con normalidad en ese momento. Feijó canceló toda su agenda para el día de ayer y, aunque se mantiene el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, hoy tiene suspendida su agenda a la espera de ver cómo evoluciona todo, José Ramón Arias. El gran apagón en España estará presente de una o de otra forma en el congreso que los populares europeos inician hoy a mediodía en Valencia. El presidente del PP, encargado de abrir el mismo, podría variar su participación según la evolución de la emergencia que sufre el país desde ayer. Núñez Feijó, que espera que se ofrezcan a los ciudadanos toda la información sobre lo ocurrido, considera que ahora mismo lo primordial es restablecer la normalidad. Ahora, lo más importante es atender a las personas que p u e d e n estar en peligro o en situación de angustia. Y para todo lo demás, habrá t i e m p o Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una. Muchos de los líderes europeos que acuden a esta cita para renovar los cargos del PPE estuvieron pendientes de lo que ocurría en nuestro país, interesándose por conocer las causas y las consecuencias de la caída del suministro eléctrico. Lo que sí sé es que todo esto trae causa de una denuncia de manos limpias, una más, modus operandi habitual. Una organización ultraderechista presenta una denuncia falsa para perseguir al entorno del presidente del gobierno. Estoy absolutamente convencido de que esto、no、va a quedar en nada. El ministro Oscar López decía ayer estar convencido de que la causa contra el hermano del presidente del gobierno quedará en nada después de que la jueza que investiga a David Sánchez Pérez Castejón por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz dictase auto de procesamiento. Por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la jueza ve indicios suficientes para procesarle por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. sostiene En su auto, que el hermano del presidente del gobierno se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, pero no obtuvo la plaza a través de un proceso justo y transparente. También propone juzgar a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Valle Mazares. La magistrada da por concluida la investigación y advierte claros indicios para sentar en el banquillo a David Sánchez, su amigo íntimo y ex asesor de Moncloa. Luis Carrero, también al presidente de los socialistas extremeños. Miguel Ángel Gallardo y a varios cargos de Cultura y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. Todos ellos serán juzgados por la supuesta concesión a dedo de dos puestos si la audiencia confirma este auto, que da por hecho que el trabajo del hermano del presidente ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz ni sus funciones fueron las que se hicieron constar en la memoria. La magistrada destaca los mails incriminatorios que pudieron ser intervenidos en un delito como la prevaricación, que es de despacho y cuyos preparativos suelen ser orales y Muy difíciles de documentar. Estando en esta situación con una primera condena, aunque está apelada, seguramente no sea lo más oportuno. Yo creo que lo, lo mejor sería que el propio Cardenal Bechu renunciara. Es el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ayer en Espejo Público de Antena 3, sobre la polémica de si el cardenal Angelo Beciun c debe o no participar en el c o n c l a v e para elegir al sucesor del Papa Francisco, para el que el Vaticano anunció ayer fecha de inicio. Va a comenzar el próximo miércoles 7 de mayo, corresponsal en Roma, Darío Menor. El miércoles 7 de mayo comienza el c o n c l a v e del que saldrá elegido el sucesor de Jorge Mario Bergoglio, fallecido el pasado 21 de abril. Lo decidieron los más de 180 cardenales que participaron ayer en la quinta de las congregaciones generales. Los encuentros previos a las votaciones en la Capilla Sistina, en la que parece que finalmente no va a estar presente el purpurado Ángelo Bechu, desposeído de sus derechos cardenalicios por Francisco tras verse envuelto en un escándalo financiero. Más de uno. Tiempo ya para la información deportiva, también trastocada por el apagón. Ana Rodríguez, buenos días. Pues, como no podía ser otra forma, al deporte no le fue ajeno este apagón que afectó a toda España. Muy pendientes hoy del Inter de Milán, que tiene que volar a Barcelona, lo hará a las cinco de la tarde, en principio sin problemas, con normalidad, para disputar mañana ese partido de ida de las semifinales de la Champions ante el Barça. Tampoco tuvo problemas ayer o l y m p i a c o s para llegar a Madrid y jugar esta noche a las nueve su partido de cuartos de final de la Euroliga. Partido fundamental, el Real Madrid necesita ganar si quiere seguir vivo en la competición. Por cierto, un encuentro que se juega en el m o v i s t a r Arena, que anoche abrió sus puertas. para acoger a todos los viajeros que quedaron atrapados en Madrid. Y no encontraron sitio para dormir. En el día de ayer se suspendió el partido de segunda división entre el Almería y el Racing de Ferrol, que se jugará finalmente esta tarde a partir de las ocho y media. También suspendida la jornada del Mutu o Madrid Open de Tenis, que tuvo que desalojar de su recinto a unas 20.000 personas. Para hoy está previsto que la jornada sea la habitual, con recuperación de los partidos que no pudieron jugarse ayer y donde no hubo problemas fue en Jerez, en el circuito de Jerez. Había TS y entrenamientos libres, todos los pilotos los pudieron realizar sin incidencias, gracias, eso sí, a los generadores eléctricos. Más de un Onda en Cero. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día, Nonda Cero. Es martes 29 de abril de 2025. Hoy sale el sol en Barcelona a las 6 y 51 minutos. En Huesca a las 7 en punto, en Guadalajara a las 7 y cuarto, en Sevilla a las 7 y media de la mañana. El viento de levante va a seguir soplando con mucha fuerza en el estrecho y en toda la provincia de Cádiz, donde tenemos avisos naranjas. También en el resto de la costa andaluza, los avisos aquí van a ser amarillos. Por lo general, vamos a tener un día de sol y nubes que en Extremadura podrían dejar alguna gota de lluvia aislada, como en los Pirineos y como en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a los termómetros, vamos a tener pocos cambios y las máximas van a seguir estando alrededor de los 25 grados en la mayor parte del país. Este martes, además, lógicamente, De la apagón serán noticia la inflación y la ley trans. Los detalles con Elena Bueno y Manuel Pecino. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy, a partir de las nueve de la mañana, el dato provisional de los precios durante el mes de abril, después de que en marzo el IPC se moderase en siete décimas hasta situarse en el 2,3%. Es el nivel más bajo desde el pasado mes de octubre. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos frescos ni de la energía, se situó en el 2%, que es el objetivo. Según las previsiones de algunas consultoras, el índice de precios. En abril será similar al del mes pasado. El INEA, d e m á s p u b l i c ó hoy también el dato adelantado del crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 2025. Y hoy, el Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar el debate sobre la Ley de Libertades Sexuales, conocida como la Ley Trans, ante el recurso que presentó el Partido Popular. La ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, exministro, avalaría la norma en su práctica, reconociendo que no puede haber distinción ni discriminación por la condición trans de las mujeres, porque son en todo caso. Mujeres. Sin embargo, esto ha dividido al bloque progresista porque las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán rechazan este punto, por lo que el debate sobre la norma podría alargarse. El 92,09% de la demanda peninsular de electricidad se ha restablecido ya. Es el último informe que ha publicado Red Eléctrica a las 5 de la madrugada y funciona la práctica totalidad de los parques de subestaciones. Sigue sin saberse a ciencia cierta cuánto se habrá recuperado la normalidad absoluta. En su comparecencia de anoche, el presidente del gobierno recordaba que es la primera vez que ocurre un apagón de este nivel e insistía en que aún se desconocen las causas que lo han podido provocar.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 Noche larga, ha escrito el presidente en redes sociales esta madrugada desde la sede de Red Eléctrica, después de asegurar que se han movilizado todos los recursos del Estado para intentar recuperar la normalidad, pero sin poder aventurar plazos. Trabajamos con un objetivo claro: y es que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio. Y en todo caso, estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda、eh, tardar un poco más en volver. Por ejemplo, la UME. Está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Confirmó además Pedro Sánchez que son ocho las comunidades autónomas que están en nivel 3 de alerta y por tanto es el Gobierno central quien lidera la respuesta. Son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. El Ministerio del Interior ha enviado más combustible a aquellas comunidades que así lo han solicitado para los. Los hospitales que este lunes, a pesar del apagón, han seguido funcionando con los grupos electrógenos. Todas las centrales nucleares han desactivado, además, durante la madrugada sus planes de preemergencia. El apagón ha afectado y mucho a la movilidad de nuestro país, no tanto al tráfico en puertos y aeropuertos, pero sí a la red ferroviaria, trenes de larga y media distancia. También l o s cercanías quedaron totalmente p a r a l i z a d o s Más de 100 trenes estaban en marcha en el momento del apagón, con más de 35.000 pasajeros que fueron rescatados por trabajadores de Renfe, de Adif y la unidad militar de emergencias esta madrugada. Quedaban tres trenes por evacuar que se quedaron en zonas de difícil acceso. Renfe ha confirmado que se recupera con normalidad las conexiones de Madrid con Barcelona, con el Levante y con el País Vasco. también con Córdoba. En el caso de Pamplona se va a iniciar con retraso y habrá también normalidad en las conexiones entre Barcelona y Alicante y Barcelona y País Vasco. En cuanto a cercanías, habrá normalidad en Asturias y Cantabria. Sigue suspendido el servicio en Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga, Bilbao y San Sebastián. En Madrid se recupera el 50%, en Cataluña el 60%. En Valencia la C2 y la C6 operarán con normalidad y la C1 está sin tensión entre Silla y Gandía. Hasta 32 estaciones de trenes han permanecido a ...abiertas Durante la madrugada, para coger a los viajeros que se han quedado sin poder coger el tren y que no tenían dónde pasar la noche. En los intercambiadores, los viajeros esperan poder coger el autobús, por ejemplo, para ir a trabajar. En uno de ellos, en el de la Plaza de Castilla, está María Gómez Prieto. Buenos días, María. Muy buenos días, compañeros. La situación ahora mismo aquí es de confusión. Porque el intercambiador de Plaza de Castilla permanece cerrado. También el metro no se puede acceder al interior del intercambiador, a coger el autobús. Y muchas personas, ya afectadas ayer por el corte de electricidad, que llegaron muy tarde a casa, atascadas durante horas volviendo del trabajo, se veían esta mañana esparanzadas al ver que se encendía la luz en casa y han salido pensando que todo volvía a la normalidad. Y se topan ahora. Con esta situación de confusión, es el caso de Merce y de Judy, trabajadoras de la limpieza que no pueden coger su autobús.、Eh, Vamos a Tres Cantos a trabajar.、Eh, el autobús que tomamos aquí, el 717, ayer tuvimos que caminar desde Tres Cantos hasta Goloso para conseguir un autobús. Estamos esperando para ver y no encontramos que está todo cerrado aquí. El metro tampoco está accesible en esta estación de la Plaza de Castilla en este momento, así que he podido contar a unas 50 personas confundidas sin saber qué hacer y cómo modificar su ruta. Aquí estoy tirada en la Plaza de Castilla y no tengo ni idea de qué hacer, le decía una mujer por teléfono a su familia. En Barcelona, el metro ha permanecido abierto toda la madrugada para facilitar la movilidad y ha recuperado los servicios con normalidad. 6 y 37, 5 y 37 en Canarias, la ciudad de Madrid. Ha sido de las zonas en las que más tarde ha vuelto el suministro eléctrico. El Palacio de los Deportes, el Movistar Arena, abierto durante toda la madrugada para albergar también a turistas y viajeros que se han quedado ahí atrapados. La normalidad no está garantizada, nos lo contaba ahora María. Ni siquiera en el metro, donde acero Madrid, Oscar Plaza. Buenos días. Buenos días, sí, el metro aún está fuera de servicio, tan solo funcionan dos líneas de metro ligero que van a localidades como Boadilla o Pozuelo. Aunque comenzamos al menos el día con la buena noticia de que los trenes de cercanías de Madrid vuelven a operar al 50% en general, aunque ojo, con matices, la línea C3 circula solo desde Chamartín a Pinto en ambos sentidos y la C5 no presta servicio. Ya están operativos, eso sí, los túneles de la M30 que han abierto de forma paulatina esta madrugada. Y también es novedad: hace muy poco que Renfe ha anunciado que han comenzado a reanudarse. Las conexiones de sus trenes entre Madrid y otras ciudades como Barcelona o Valencia. La luz ha vuelto ya a buena parte de la región, no hay constancia que a toda, pero como la situación todavía sigue siendo muy compleja, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que los autobuses municipales de la MT sean hoy gratuitos. La Comunidad de Madrid ha impuesto también la gratuidad en los interurbanos y se va a permitir además que circulen los taxis que hoy martes deberían descansar. Van a abrir hoy los colegios e institutos públicos, aunque sin actividad lectiva. Viene De hecho, en el Instituto Isabel la Católica, en el distrito de Retiro, 20 niños han dormido allí, en el centro, con profesores porque viven lejos y ayer no pudieron volver a sus casas. Andalucía es otra de esas comunidades en las que el Gobierno Central ha asumido el control de la situación. La Junta había decidido mantener las clases para hoy, pero una vez decretado ese nivel 3, se han suspendido. Aún así, los centros sí que van a permanecer abiertos. Vamos a conocer allí la situación. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán, buenos días. No tenemos esa comunicación. Enseguida vamos a estar allí en Sevilla para actualizar las últimas noticias que nos llegan desde la comunidad. Para evitar el colapso en las llamadas al 112, la Junta de Extremadura ha habilitado un teléfono para comunicar incidencias por el apagón. Esta madrugada la Universidad ha confirmado que hoy no habrá clase. Última hora, Onda Cero Mérida. Rafael Salguero, buenos días. Una Extremadura en nivel 3 de emergencia de protección civil, con suministro eléctrico ya recuperado la práctica totalidad del territorio, el Ejecutivo Extremeño. Ha suspendido para hoy la actividad lectiva en todos los centros educativos y en todos los niveles, también en la universidad, aunque esos centros van a permanecer abiertos para facilitar la conciliación. El 112 también ha puesto a disposición del ciudadano el teléfono 900-555-112 para atender incidencias que sean derivadas de la caída de la red. La presidenta extremeña María Guardiola, que presidía ayer la reunión del CECOPI, lanzaba un mensaje de tranquilidad, subrayaba que en ningún caso ha habido incidentes de especial gravedad en la región y también apuntaba que era necesaria la declaración de ese nivel. el 3 de emergencias. Para nosotros era evidente que esto es una cuestión que excede de, del ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma. Esto ha sido una cuestión que ha afectado a todo el país. Transmitir a la población, en primer lugar, Tranquilidad y, una... y、eh, hasta el momento, y desde la caída de la red, hemos recibido en el centro 112、mm, cientos de llamadas, pero la verdad es que en ningún caso ha habido un incidente de especial gravedad, afortunadamente. Por otra parte, la central nuclear de Almaraz notificaba ya al Consejo de Seguridad Nuclear el cese de la situación de prealerta de emergencia al haber recuperado de forma estable la alimentación eléctrica desde el exterior. Gracias, Rafa. Vamos a recuperar ahora esa comunicación con Andalucía. Vamos a conocer cómo comienza allí la jornada. Onda cero Sevilla. Juancho Fontán, buenos días. Buenos días, pues aquí la normalidad se va recuperando poco a poco. Ha sido una noche de contrastes con calles y casas de algunas ciudades a oscuras y otras donde la luz ya ha vuelto. Quedan algunas, todavía algunas incidencias, como dos trenes que están pendientes de evacuar: un a l v i a Valencia-Sevilla que está detenido en Villanueva de Córdoba con 277 pasajeros y otro Sevilla-Madrid con 489 pasajeros que está parado en el cambiador de Alcolea en Córdoba. También hemos conocido que en torno a las cinco y media de la mañana han empezado. y A circular los trenes que estaban parados desde ayer por la tarde en la estación de Córdoba. Las estaciones de Málaga, Sevilla, Córdoba, Puente Genil y Linares, Baeza, han estado abiertas toda la noche para que la gente pudiera quedarse a dormir. Como decías,、eh, al asumir el gobierno, el control de nuestra comunidad, los colegios van a estar hoy abiertos, aunque sin actividad electiva y sin carga eléctrica. Los hospitales han estado toda la noche operando con normalidad, aunque este apagón ha obligado a reprogramar todas esas operaciones que. Que estaban previstas y convocar a todo el personal de guardia. También problemas en establecimientos como en toda España, muchos comercios han, tuvieron que cerrar y los que estaban abiertos trabajaban en efectivo. Los reyes de España tenían prevista hoy una visita a Jaén y ha sido suspendida. Como decimos, Andalucía va amaneciendo este martes posapagón tras unas horas de caos y parece que la normalidad va llegando poco a poco a cada ciudad. Prueba de que la mañana es complicada es la información que nos llega de Cataluña, donde el servicio de rodalíes, las cercanías, van a estar suspendidas al momento, de momento, en estas primeras horas. De la mañana nos vamos hasta Onda Cero Barcelona. Anautiel, buenos días. Buenos días, pues sí, Rodalías、eh, vuelve a suspender todo el servicio por inestabilidad de tensión en la red eléctrica. Ese es el argumento que dan. A primera hora de la mañana sí que se anunciaban trenes. De hecho, Rodalías había dicho que operaría con servicios mínimos del 60% en la mayoría de sus líneas, pero finalmente no ha sido así. Han tenido que suspender todo el servicio, tanto en、eh, la zona, en el área de Barcelona, como los trenes regionales. O sea, todo cercanías de Cataluña sí que funciona. a la alta velocidad que une Barcelona con Madrid, pero tampoco funcionan los trenes del corredor mediterráneo y tampoco los que van al norte de la península ibérica. Todo esto, además,、eh, desde Rodalías informan que tampoco pueden decir hacia qué hora se podrá retomar el servicio. Ahora mismo no hay ninguna información al respecto y además dicen que es inviable habilitar un servicio alternativo por carretera en toda la red, así que instan a los usuarios a buscar otras opciones, ya sea ferrocarriles de la Generalitat. Eh, autobuses o el transporte, el vehículo privado. Vaya, todo esto después de que 200 personas hayan pasado la noche en la estación de Sanz o incluso más, precisamente por eso, porque se han quedado tiradas sin poder volver a casa. En Aragón preocupa la situación de la industria y la factura que dejará en la economía. Vámonos a conocer la situación a esta hora. Onda Cero, Zaragoza, Chema Catalán. Buenos días. Buenos días. En torno a la medianoche en Aragón, según el Ejecutivo Autonómico, ya habían recuperado el servicio eléctrico 892.000 clientes, lo que supone el 93% del mercado de la comunidad. El Gobierno de Aragón va a reunir a las 8 de la mañana al CECOP para evaluar la situación. Ha decidido que hoy abrirán los colegios con normalidad, con servicio de comedor por motivos de conciliación, pero no se avanzará materia. La Universidad de Zaragoza ha anunciado que va a volver hoy a la actividad con normalidad. Preocupa, eso sí, el impacto del apagón en la gran industria después de que el corte obligase a paralizar la actividad de empresas con miles de trabajadores, como la planta de Estelantis en Figueruelas o la de BSH en Montañana y La Cartuja, a la espera de que puedan retomar la actividad. Desde las 5 de esta madrugada ya está funcionando el tranvía en Zaragoza Capital. Aquí en Aragón, a raíz de este corte, han sido evacuadas más de 4.000 personas atrapadas en trenes de media y larga distancia, 1.800 de ellas en dos aves que han sido remolcados esta noche hasta la estación de Delicias. El 112 recibió hasta las 9 y media más de 900 llamadas y se hicieron 26 rescates en ascensores para garantizar además el funcionamiento de los grupos electrógenos en los grandes hospitales de la capital. Se abasteció con 12.000 litros de combustible al Hospital Miguel Servetti, con 10.000 al Hospital Clínico. Gracias a la conexión con Francia, el País Vasco fue donde antes empezó a recuperarse ayer el suministro eléctrico. Aún así, el gobierno vasco descarta que hoy vaya a ser un día de normalidad. Honda Cero Bilbao, Roberto f o r c é n buenos días. Buenos días. Aquí podemos hablar de que prácticamente la luz ha vuelto al 100% de la geografía vasca. Bien, es verdad que ayer pasadas las 10 de la noche todavía había alguna localidad donde no había regresado el suministro eléctrico. En cuanto al transporte público, podemos hablar de prácticamente normalidad. Si empezamos por el metro bilbaíno, a esta hora funciona sin ningún tipo de problemas. Eso sí, se registran importantes problemas en cuanto a los servicios de cercanías de Renfe. Prácticamente. Todos los servicios de primera hora de la mañana están sin salir de las estaciones, algo que también está afectando a la larga y media distancia. Es el caso del primer tren que debía partir a las siete de la mañana de la estación de abando en Bilbao hacia Madrid. Ha sido cancelado. Veremos qué ocurre con el segundo de los trenes. En cuanto al transporte por carretera, funciona prácticamente con total normalidad. Si、sí、es verdad que hay algún servicio donde están teniendo problemas las canceladoras en el propio autobús. En cuanto Al sistema educativo va a funcionar con total normalidad. Ayer el e n d e c a n i Manuel Pradales, en su comparecencia, pedía calma a la p r o b a c i ó n y ya decía que hoy no iba a ser un día normal. Las 6 y 46, 5 y 46 en Canarias. La actividad lectiva también quedó suspendida la tarde de ayer en Murcia. Y así amanece hoy el día con el nivel 3 de emergencia decretado en la región de Murcia, aunque los centros allí también van a abrir. Honda Cero Murcia, Ángel Alonso, buenos días. Muy buenos días. A la una de esta madrugada, 28 de los 45 municipios de la región de Murcia habían recuperado ya el suministro eléctrico, que comenzó a restablecerse sobre las 8 de la tarde. Mientras tanto, el Ejecutivo Regional ha mantenido durante la tarde de ayer y la pasada noche un gabinete de crisis en la sede de emergencias para coordinar las medidas en varios ámbitos, pero fundamentalmente en materia de seguridad y sanitaria. El presidente regional, Fernando López Miras, ha confirmado un dato. El 112 había recibido más de 1.900 llamadas a lo largo del día de ayer. La mayoría de ellas por personas atrapadas en ascensores y otros pidiendo información sobre lo que estaba ocurriendo. Quiero agradecer, sinceramente, la calma de la población a pesar de esta situación anómala que hemos vivido. Este centro de emergencias, este centro del 112 de la región de Murcia, ha recibido más de 1.900 llamadas a lo largo del día. Que han podido ser atendidas. La mayoría de ellas con personas atrapadas en ascensores y competición de información. A esta hora de la mañana, normalidad en las calles del centro de Murcia. Se levantan las personas de los negocios más madrugadores, comienzan los servicios públicos a funcionar y esta mañana abren los centros educativos de una región que permanece en nivel 3 de emergencia de protección civil. Miguel Ondarreta, más de uno. ¿Dónde Alsina? ¡Hola! En el norte de España, en la bahía de Santander, en el lado opuesto de la ciudad, se enclava Pedreña. La irrupción de Severiano en el mundo del golf rompió barreras. Un jugador autodidacta tenía un repertorio de golpes, veía golpes que los demás no veían. Se ganó al público inglés. De repente, con 19, 20 años, era una gran estrella. Y entonces le dije a Gary Player que mi hermano era el mejor del mundo a los 17 años. Quien les habla, conoció a Severiano Ballesteros hace varias décadas. Tuve la Oportunidad de viajar hasta Pedreña para hacer un reportaje, a partir de ese momento empecé a conocer a Seve y la relación se fue convirtiendo en una buena amistad. Seve. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita, Onda Cero Podcast. 6 y 53, 5 y 53 en Canarias. Está informando en este momento Red Eléctrica que ya se ha recuperado el 99,16%. De la demanda peninsular. Hoy sin duda hay un asunto en toda la prensa y también lo vemos, Elena Bueno, en las portadas de la prensa regional. Sí, por ejemplo, en el comercio de Asturias, que destaca el corte de suministro energético, deja atrapados a miles de asturianos. Angustia y Cabreo, Leo, en el interior de un tren al quedar parado cerca de 10 horas en uno de los túneles de Pajares con más de 300 pasajeros. La imagen que ha elegido este diario para su portada es la del rescate de una mujer de 90 años ayer en Gijón, que quedó encerrada durante un Una hora en el ascensor. Desde Murcia, la verdad titula Apagón histórico y su imagen de portada es la de un trabajador de la tienda de deportes nortes de Murcia atendiendo a una clienta en la penumbra y alumbrando el mostrador con una linterna. Hoy En hoy de Extremadura, Leo, los extremeños agotan las linternas y las garrafas de agua. La foto de portada es la de dos d e p e n d i e n t a s de una tienda de ropa de Badajoz. A oscuras y termino con el periódico de Aragón que titula en su portada Apagón inexplicable. La foto es la de un grupo de personas reunidas en la calle en torno a un transistor colocado encima de un cubo de basura. Y dice la portada que en ese momento sonaba la comparecencia del presidente del gobierno. Gracias, Elena. ¿Por dónde va hoy la prensa internacional?、Vélez? Pues empiezo por Canadá. y noticias esta madrugada en el Toronto Star. Victoria de los liberales. Un saludo al profesor Rodríguez Brown. Mar k Carney gana unas elecciones que fueron más sobre Donald Trump que sobre Pierre p o l i v e l líder del Partido Conservador. En el Global Mail, los liberales camino de recuperar el poder. Carney lidera al partido en un extraño. Extraordinario vuelco electoral solo unos meses después de que los conservadores estuviesen a punto de ganar por mayoría. El líder del Partido Conservador p o Libre podría perder su circunscripción de Ottawa, ya que los liberales se disponen a arrasar en esa región. En el New York Times, Marcarni gana un nuevo mandato como primer ministro. Vamos a Portugal, público, apagón. El día de un país desorientado y a oscuras, paralizado en muchos sectores, sin saber cuándo habrá finalmente luz ni por qué se fue. En el Jornal de Noticias, apagón ibérico, falla la red de alta tensión, dejando a Portugal y España sin energía. El gobierno dice que la caída que provocó el caos en la península tuvo origen en el país vecino. Carreteras、eh, cortadas, supermercados、eh, y hospitales funcionando con、eh, generadores y transportes parados. En el diario The Guardian de Reino Unido, comienza a volver la electricidad a España y Portugal tras un apagón. Sin precedentes. Gracias, Vélez. En cuatro minutos vamos a llegar a las siete, las seis en Canarias. Seguimos en más de uno, enseguida con Alsina por aquí. Más de uno en Onda Cero. Más De uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los a c a r d o s a las severas, a los tíquicos, a los torpetes, a las catalinas, a las tertulias en el Día de Sus a n t a Felicidades a Uma Turban, que cumple hoy 55 años. A Sofía de Borbón, que llega a la mayoría de edad, hoy cumple 18. Y a Guillermo Garrido, que cumple 7, y que nos está escuchando,、eh, supongo, desde Valladolid. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jéssica de Jesús. Pues estamos a martes, es 29 de abril del año 2025. Por delante, un día mucho más tranquilo que el de ayer. Mucho más nuboso también que, que el de ayer, aunque en principio los cielos despejados van a mandar en todo el país con mucho sol que alimenta las plantas fotovoltaicas y las energías renovables. Suben las máximas hoy en toda España, menos en el litoral mediterráneo. Tenemos 19 grados a esta hora de la mañana en Solsona, 20 grados en Briuega, tenemos 22 en Aracena. Enseguida Roberto Brasero completa y afina el pronóstico del tiempo para hoy. Bueno, hoy solo hay una historia en nuestro país y se la l l e v a m o s contando. Desde las doce y media del mediodía de ayer. Y la historia es el apagón sin explicación, al menos oficial, todavía. Eh, datos principales a esta hora de la mañana: que se ha recuperado ya el 99% del suministro de electricidad, según el último dato que ha facilitado Red Eléctrica Española. O sea que apenas hay ya lugares y hogares de nuestro país sin luz y sin cobertura telefónica. Apenas alguno queda todavía. El restablecimiento del servicio ha sido progresivo. Empezó en el País Vasco, como les contábamos en la tarde de ayer en el especial informativo de nuestra cadena. Empezó en el País Vasco, en algunos puntos del sur de España, pero en algunas, en algunas localidades no se ha recuperado. e n algunas localidades de la provincia de Guadalajara no se ha recuperado el suministro eléctrico hasta las 2 de la madrugada o en Mercamadrid, como ahora comprobaremos. La incidencia en el transporte, en todo caso, sigue siendo alta. Una cosa es que haya vuelto la electricidad a nuestros hogares y otra cosa que eso、eh, ya sup suponga que la vida es completamente normal fuera de casa. Y no lo es re respecto d e l transporte público, sobre todo. De momento no ha abierto el metro en la ciudad de Madrid, estaba prevista la apertura. A las seis y media de la mañana, pero nos contaba hace un instante María Gómez Prieto desde el intercambiador de la Plaza de Castilla que muchas personas que iban a entrar al metro se han encontrado con que no está abierto. De momento se está trabajando en ello. No hay cercanías en Barcelona, ha informado el servicio de Rodalíes que, que, en contra de lo que estaba anunciado o previsto, estaba previsto que funcionara el cercanías en Barcelona hoy, el Rodalíes al 60%, pero de momento es el 0%. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que sea estable el suministro eléctrico, que esto es lo fundamental. Para que los transportes públicos puedan funcionar con normalidad. En Madrid, servicio de cercanías previsto que funcione a medio gas durante toda la jornada. Hablamos del 60% de estimación también a medio gas en Valencia. Y luego hay otras ciudades en las que no está previsto que haya servicio de transporte de cercanías. Hablo de Bilbao, hablo de Sevilla, de Málaga, de Zaragoza, de San Sebastián, de Alicante, Asturias y Cantabria. Sí está previsto o anunciado servicio pleno del transporte de cercanías. Alta velocidad, alta velocidad, normalidad. ...dice de Renfe...en los trayectos que unen Barcelona con Madrid... O Valencia, Murcia con Madrid. Hay servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, pero no entre Córdoba y Sevilla. Eso se está haciendo o se va a hacer en autocar. Se ha restablecido también el servicio de la alta velocidad entre Madrid, Cantabria y Asturias y, y viceversa. Viajeros que se vieron sorprendidos ayer por el apagón en el tren, pues han sido evacuados, fueron evacuados. En algunos casos costó trabajo porque los trenes se paraban donde claro, o d d n estaban en el momento en el que se fue la luz y en algunos casos no era fácil acceder a esos lugares.、Los Lo sabe la Guardia Civil. Han sido trasladados los viajeros a estaciones donde pasar la noche. Se han dispuesto también en algunas ciudades recintos para poder albergarlos. Y añado que hoy se reúne de nuevo esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional y que el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer una explicación de lo que ha sucedido. Hoy hay severas críticas en todos los medios, como también iremos contando esta mañana, al retraso en la comparecencia del Gobierno. Lo hizo el presidente Sánchez seis horas después de que se iniciara el apagón. Retraso en la comparecencia y ausencia. De explicaciones, lo cual hace que estemos todavía en el terreno de las、eh, hipótesis. De las hipótesis, aunque en contra de aquella hipótesis inicial que circulaba, que decía que es un ciberataque, lo que ha ido ganando terreno o peso en las últimas horas es la hipótesis de que algo se ha hecho mal en red eléctrica española, que es quien se encarga de compensar la demanda de electricidad con la oferta. Algo se ha hecho mal o algo no ha funcionado adecuadamente, o bien por un exceso de oferta de energías renovables. O bien por una elevación de la demanda que al parecer nadie tenía prevista. Parece que más bien lo primero que lo segundo, pero bueno, están trabajando también los, los técnicos para poder dar una explicación concluyente, como dice el gobierno, a lo que ha sucedido. Vamos a ver cómo está la vuelta a la normalidad. La normalidad de aquella manera, porque normalidad plena todavía no parece que haya. Vamos en primer lugar a la estación de Atocha de Madrid, uno de los lugares nudo de, o nodo de comunicaciones más notable de nuestro país, con viajeros que allí utilizan tanto alta velocidad como cercanías, como larga y media distancia, como viajeros que fueron sorprendidos por el apagón en los trenes y han sido. Llevados hasta la estación a pasar la noche ahí. Con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicente, está Marga Zabala. Margarita, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues muchas caras de sueño aquí en Atocha. Vemos muchas mantas repartidas por el suelo, algunas ya están amontonadas. La gente, bueno, se es, está poco a poco despertando tras una noche que nos dicen que ha sido bastante dura, sobre todo tras un día que, como sabéis, también ha sido bastante complicado para muchos de ellos. Nos explican que, además de las mantas, han repartido agua, sanguínea y caldito por parte de la UME, lo que han agradecido. Ahora muchos están mirando las pantallas de la estación. Para comprobar si van a salir sus trenes. Han tenido que cambiar sus billetes, los que han podido, porque muchos otros no lo han conseguido. Vamos a intentar escuchar un sonido de, los que, de las personas que estaban aquí esta noche en Atocha. No, Pues al principio hubo mucho caos, no habían mantas, no había agua, no había nada, no nos ubicaban bien. Ya después fueron abriendo espacios y eso, y ya. Fueron ubicando mejor, pero la verdad, muy mal, muy, muy malas l condiciones con cartones, con mantas. Y pues nada, esperar a ver qué pasa ahora que con los pasajes de ayer, porque para los que tienen nave hay una fila que va a la calle. No sé si te has dado cuenta que. Y nosotros que compramos los pasajes por w i g o que es una aerolínea de esto, entonces nos tocó reservar para mañana. Ya mañana tenemos viaje, pero hasta mañana, y m a ñ a n a Como hemos visto, efectivamente largas colas intentando conseguir billetes, algunos han desistido y han cogido alojamientos para otra noche con los precios que nos dicen que son prohibitivos. Ahora se intenta recuperar aquí poco a poco la normalidad. Los autobuses, por cierto, Carlos, sí que están funcionando los de la MT. Autobuses de la MT, p o r c i e r t o son gratuitos. Esta mañana, si no estoy yo mal entrado en la ciudad de Madrid, autobuses gratuitos. También está anunciada la gratuidad del servicio de cercanías, pero funcionando, como les venimos contando, allí donde funciona、eh, a, a, aproximadamente a la mitad del servicio habitual. Y donde no funciona, por ejemplo, en Barcelona, pues hay que buscarse otra alternativa. En la estación de Sanz, en la ciudad de condal, está r i c a r d Jiménez. Buenos días, r i c a r d Hola, buenos días. Pues la realidad nos cuenta a la perfección el estado del servicio ferroviario aquí en Cataluña. Por un lado tenemos la fotografía de Rodalías, de Cercanías, que nos regala una imagen insólita. Aún hay gente durmiendo en el vestíbulo. Según Renfe, han dormido, han pasado aquí la noche hasta 200 personas en esta terminal de trenes. Por ahora las pantallas de Cercanías están completamente en blanco. Ha pasado hacia las seis y media, y es que justo a las seis y veintitrés minutos de la mañana, Rodalías ha informado a A través de twitter que este momento el, el, el restablecimiento del servicio se encontraba suspendido a causa de la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para poder garantizar la circulación hemos podido hablar con antonio carmona que nos ha comentado en petit comité que los trabajadores de adif y de r e n f e han hecho todo lo posible para restablecer la circulación pero que, que no ha sido que no ha sido posible por lo tanto todas aquellas personas que necesiten llevar a sus hijos a l colegio ir a trabajar o hacer cualquier viaje con los trenes de cercanías no podrán hacerlo tal y como esperaban y como anunció también salvador i l l a ayer a última hora de la noche y por otro lado tenemos la situación del ave de la alta velocidad aquí sí que hay colas p o r q u é porque poco a poco se está restableciendo la circulación con normalidad por ejemplo ahora mismo en las pantallas únicamente vemos un ave un tren suspendido hacia granada Hacia Madrid. En teoría, todos los trenes ya circulan y operan con normalidad, aunque también nos cuentan desde, desde a d i f y desde Renfe, que hay ciertos problemas con los viajes que se quieren realizar para volver a casa a la gente que vive en el, en el norte. Eso sí, los servicios de, me, de megafonía no dejan de, de funcionar. Rodalías avisando de que por ahora el servicio no funciona y desde los de AVE aseguran que irán recolocando a lo largo del día a todos los pasajeros para que puedan volver a sus casas. Acercar el transporte público, prioridad informativa prioridad En esta mañana, en la que hasta ahora, sobre todo, muchas personas, muchos de ustedes, pues muchos de vosotros os estáis levantando y tenéis que tomar las decisiones oportunas sobre cómo llegar al colegio, cómo llevar a los niños, cómo llegar a, al trabajo, cómo poderse desplazar, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más complicación suele haber. Para la circulación. Se han habilitado en Barcelona en concreto 1.200 camas también, en cuatro polideportivos para todas estas personas que no han podido regresar a sus casas durante las últimas horas. Ayer era muy complicado, tanto en Barcelona como en Madrid, una vez que se colapsó en buena medida el transporte, el regreso a los lugares, no solo de quienes estaban en, en, el, en el tren o quienes fueron sorprendidos, sino quienes estaban en el centro de Barcelona o de Madrid, pero no residen allí. Y entonces tenían que regresar. Y muchos no pudieron a sus lugares de residencia habitual, a las casas, a sus hogares. En Mercamadrid está funcionando Mercamadrid, pero el servicio eléctrico se restableció muy entrada ya la madrugada, y eso ha obligado pues, a tomar también las oportunas precauciones y medidas para que el género. No se echará a perder. Vamos con Álvaro Martínez hasta Vercaladri. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Según nos han podido contar, las empresas no han tenido ningún problema, aparentemente. Cada complejo tiene una caldera central que alimenta los refrigeradores de las distintas tiendas y calculan que solo se perdieron ...tres o cuatro grados sin llegar a dañar el producto. Como nos han explicado algunos clientes, el problema lo han encontrado en todos los productos que llegaron ayer por la tarde y que no han podido empezar a descargar hasta las dos de la mañana. Hora en la que volvió la luz a Mercamadrid. El p r o b e ha venido:、eh, que muy, los muelles van todo,、pues、son casi todos eléctricos, que han hecho los t r a i l e r s han dejado, cuando han venido a las 11, a las 12 de la noche, lo dejan con el frío puesto y ellos se marchan. O sea, yo he, he, me he llevado la mitad de las cosas que me tenía que llevar, porque dentro no pueden trabajar. Ahora mismo están trabajando con mucho retraso. Los clientes están llegando y no están pudiendo adquirir sus productos porque todavía no se han terminado de descargar. Más problemas han tenido con la comunicación. Tanto las propias tiendas como las empresas distribuidoras han llegado a ciegas esta mañana al no haber podido contactar con muchos de sus clientes. Sí he podido comprar lo que tenía que comprar, pero、eh, tampoco tenía venta, ¿sabes? O sea, la historias esas que no teníamos venta. Porque n o entraban los pedidos, con lo cual no, no hemos podido vender nada. Entonces, sí, hemos encontrado lo que necesitábamos, pero no lo que tendríamos que haber vendido, claro. Muchos no están comprando todo lo que querrían y otros no saben con seguridad qué van a necesitar a dos días de que comience el puente. Intentando recuperar la normalidad en esta mañana del día siguiente al apagón. Bueno, siguiente.、Eh, digamos que las consecuencias del apagón, como usted ve. Pues se siguen produciendo, sobre todo para aquellas personas que no han podido dormir en sus casas.、Eh, Manuel Saucedo es el consejero delegado de Movistar Arena, que es el recinto que se ha abierto durante toda esta madrugada y que permanece abierto para que todas estas personas que no tenían donde pasar la noche pues hayan podido hacerlo.、Eh, Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha transcurrido la madrugada? Cuéntame. Bueno, ha、sí, sido una noche intensa, pero afortunadamente、eh, pudimos instalar, gracias a la Cruz Roja,、eh, 100 camas. Y pudimos dar cobijo pues, a 100 personas, incluido algunos niños que, que no sabían dónde pasar la noche. Y bueno, abrimos las puertas de l Moistar v Arena y ahí estuvieron con nosotros. O sea, que, que por lo menos algo, algo hemos podido hacer para. Para ayudar en esta situación tan compleja que hemos vivido. Estas personas que han pasado la noche en el Movistar Arena, por la información que, que usted tiene o que tú tienes, Manuel,、eh, son personas que、eh, se vieron sorprendidas por el apagón en un tren, que, vieron, o, o que simplemente estaban en la ciudad, pero no han encontrado forma de regresar a sus domicilios fuera de Madrid. No, eran personas que de alguna forma se iban a desplazar a otras ciudades. Venían con maletas, algunos jóvenes con mochilas. Bueno,、eh, eran personas to todas, todas ellas, pues, que habían tenido alguna dificultad para, para sus conexiones o para, o para sus viajes iniciales.、Eh, mm, nosotros tuvimos, muy,、eh, recibimos energía muy tarde,、sí. pudimos poner el, el edificio en marcha. Un poco tarde, era un día complicado para las comunicaciones, pero aún así empezaba a venir un goteo de gente y, y allí tuvieron agua, tuvieron comida y tuvimos, pudimos darle algún, algún cobijo.、Eh, las, las camas se instalaron、eh, justo viendo la pista, la pista de baloncesto, porque hoy, hoy a las 11 e n t r e n el, en el Olimpiaco y se trata de e s c u e h a r un partido de baloncesto. Es decir, que era un. Era una sala de una habitación de hotel con vistas. ¿eh? <risa> bueno, era un desafío. Lo que pasa es que en Movistar Arena experiencia ya hay para organizar situaciones, digamos, insólitas o inéditas y de emergencia, como esta de ayer. O sea, qué oficio ya tenéis en esto y la Cruz Roja también, que es quien facilita los medios para poder atender a todo esto. Sí, pasión, sí. ¿no? Experiencia recibida de personas tenemos, e incluso la pandemia fuimos un centro de vacunación. Es decir, que sí, sí. Bueno, es una dotación de ciudad que yo creo que, que hay que ponerle al servicio de la ciudad sin ninguna duda cuando, cuando la ciudad lo necesita. Manuel, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y gracias por el, por el trabajo y por el, la labor que habéis hecho durante toda esta madrugada para todas estas personas que no tenían donde pasar la noche en Madrid. Gracias y un abrazo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Siete y cuarto, seis y cuarto en las Islas Canarias. Les estamos contando la mañana del 29 de abril en España. Qué día, qué día el de ayer y qué día el de hoy. Porque esto acaba de empezar. Hay otras cuestiones, naturalmente que sí, hay otras noticias que quedaron todas eclipsadas y lo van a seguir estando por el apagón en España, pero otras noticias que también son relevantes y que al menos dejamos apuntadas. Por ejemplo, que el c o n c l a v e para elegir al nuevo Papa comenzará el miércoles 7 de mayo. El miércoles de la próxima semana, los cardenales electores y elegibles se van a encerrar en la Capilla Sistina. Entre ellos, no va a estar finalmente el condenado Angelo Becho, que habría mostrado su disposición a no participar tras conocerse las cartas firmadas por Francisco en ese sentido por su condena recurrida. Por malversación. David Sánchez Pérez Castejón está un paso del banquillo ya, al concluir la juez que lo ha investigado, que hay indicios de tráfico de influencias y p r e v r a c i ó n La audiencia de Badajoz tiene ahora que confirmar o no el procesamiento del hermano del presidente del gobierno, también su amigo y ex asesor de m o n c l o Luis Carrero, el presidente de la diputación Miguel Ángel Gallardo y otros ocho imputados. Señala en su instrucción la jueza que no hubo un proceso justo ni transparente y cree que David Sánchez utilizó su influencia en beneficio propio. El Partido Popular Europeo mantiene su congreso de hoy en Valencia. Según fuentes de la formación, Ni Tan siquiera se han planteado una suspensión a causa del apagón en el recinto de la Feria de Valencia. Acoge a seis jefes de Estado y de Gobierno europeos. También va a intervenir Carlos Mazón por decisión del PP de nuestro país, justo cuando se cumplen seis meses de la DANA. Hoy declara ante la jueza que investiga la riada el presidente de la Diputación, Vicente m o n ó Que Putin ha anunciado una tregua de tres días en mayo para conmemorar el octogésimo aniversario de la victoria rusa sobre los nazis. De nuevo toma la decisión de manera unilateral. Se producirá del 8 al 10 de mayo, justo antes y después del gran desfile. Militar que prepara para el día 9 denuncia Zelensky que es una nueva manipulación del presidente ruso y una prueba de que valora más los desfiles que las vidas humanas. El alto al fuego no debe ser solo por unos días para después volver a matar, debe ser inmediato, total e incondicional durante al menos 30 días para que sea seguro y esté garantizado. En Onda Cero, más de uno. Bendito. v a m o pasando la situación de España en esta mañana. Del día d e siguiente p u é s s o el día siguiente al apagón, vamos a Castilla-La Mancha, una de las comunidades que más ha tardado en restablecerse el suministro, más ha tardado en recibir electricidad. Juan Carlos Santos Toledo, buenos días. A lo largo de la madrugada s e ha i d o restableciendo el servicio eléctrico en la comunidad autónoma. Varias estaciones de tren se han mantenido abiertas toda la noche y el gobierno autonómico mantiene la suspensión de la actividad electiva. Así como las actividades sanitarias en el turno de día. La Administración Autónoma pidió ayer a última hora la declaración de emergencia nacional por este apagón sin precedentes en la región y en el resto del país. El primer comentario de la mañana en este programa con Marta García. Ayer, buenos días, Marta. Buenos días, Carlos. El gran apagón que dejó ayer toda España sin luz desde mediodía nos pilla ya en tercero de apocalipsis. A diferencia de la pandemia, cuando corrimos al supera por papel higiénico sin saber por qué, o cuando la invasión de Ucrania, que se acabaron las pastillas de yoduro de potasio, esta vez la gente lo que más buscó fueron pilas, linternas, velas y transistores. Mucho más práctico. Hartos de vivir momentos históricos, los españoles se echaron a las calles a esperar al sol que volviera la luz. Miles de personas quedaron atrapadas en ascensores. En el metro, en trenes, en túneles, atascos kilométricos, las carreteras colapsadas, los semáforos apagados y en las aceras ríos de gente. Algunos cargaban maletas, otros dejaron el coche por ahí tirado sin gasolina. En este apocalipsis tocaba andar mucho. En los buses la gente miraba por la ventana porque, claro, en el móvil no había nada que ver. Y sirenas, muchas sirenas. Había peatones dirigiendo el tráfico con una mano y una garrafa de agua en la otra. Donde no había atasco, los coches paraban cívicamente en cada paso de cebra. Seguramente no tuvieran prisa en meterse en el siguiente atasco. Y como c Apocalipsis d a a tiene su afán. En este sí pudimos salir a la calle, pero no teletrabajar. Diez horas sin internet. Un apocalipsis sin memes. Esto sí que es nuevo. Y como no iba e l WhatsApp, los vecinos salían a la calle a pegar la hebra, a ver si con suerte alguien tenía un transistor. Los bares fiaban porque la, la gente tenía más sed que efectivo. Y la vecina en el piso sin reformar era de repente la más popular del edificio porque tenía butano y podía ayudar al chico que quería calentar el biberón. En los barrios donde la luz volvió cuando ya era de noche, se oía a la gente celebrarlo como si fuera la final de la Champions. La vuelta a la normalidad olía a vela recién apagada. Al día siguiente seguimos sin saber qué ha pasado. Es decir, no sabemos si puede volver a pasar. Moraleja, Marta. Al día siguiente del apagón ya tenemos luz y ninguna explicación. Son las 7 y 20, son las 6 y 20 minutos en Canarias. ¿Está escuchando usted Onda Cero? t r e n a n d o la mañana del penúltimo día del mes de abril del año 2025. Lo primero que les cuento, se lo acaba de contar Oscar Plaza, nuestros oyentes de Onda Cero en Madrid, es que el metro va a reanudar su servicio en Madrid a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, no a las... ...seis y media, que es a la hora a la que abre normalmente el metro, si yo no me equivoco.、Eh, ...seis y media, lo digo porque muchos usuarios del metro fueron a tomar el metro a la hora en la que abre normalmente, creyendo que al haber ya luz en la ciudad, pues ya y en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y en el conjunto de España, 99% ya de restablecimiento se iba a... iban a... i b a poder utilizar el metro y no ha sido así. ...ocho de la mañana es la hora en la que se restablecerá plenamente el servicio si no pasa nada de aquí a esa hora. Les hemos contado también. Para los usuarios del servicio de cercanías en Barcelona, que no funciona el cercanías. Hasta nuevo aviso que, en contra de lo que se había anunciado inicialmente, no se ha restablecido, no se ha reanudado el servicio, la circulación de l cercanías, precisamente porque no está garantizada la estabilidad en el suministro eléctrico, que es el obstáculo también que se ha, con el que se ha encontrado el metro en la ciudad de Madrid. 99% de restablecimiento de servicio eléctrico en todo el país, pero las consecuencias del apagón, como ven, y de las muchas horas. De privación de suministro eléctrico, pues sigue teniendo consecuencias、eh, que les venimos contando. Bueno, temperaturas máximas para el día de hoy, que no me olvido, la más alta la vamos a disfrutar en Ciudad Real y en o u r e n s e va a ser de 30 grados. En Sevilla llegaremos a los 28, como en Oviedo, también en Pontevedra y en Salamanca, Bilbao, Toledo y Almería esperamos 26. En Cáceres serán 25. En Madrid y Palma llegaremos a los 24. En Castellón y Albacete serán 22, como en Málaga y en León, en Pamplona y en Melilla, 21. Cuenca, Tarragona, Las Palmas también 21. En Soria y en Teruel nos quedaremos en 20. Grados de máxima y en Barcelona tendremos, mira, la más cortita de las máximas del día. Barcelona va a ser de 19 grados en la sobremesa de esta jornada. Además de todas las consecuencias del apagón que les venimos contando en estas últimas horas, recuerden que en muchos lugares de nuestro país, hasta bien entrada la madrugada, no se ha restablecido el suministro eléctrico en lugares. Por ejemplo, como Mercamadrid, como nos contaba hace un momento Álvaro, desde la central de, de abastos de la Comunidad de Madrid, dos de la mañana se restableció e n Castilla-La Mancha, que es una de las comunidades en las que más ha tardado en restablecerse el servicio. Comunidad de Madrid, hasta bien entrada la noche, no se pudo volver a disfrutar o tener el, el servicio de suministro eléctrico y de comunicaciones, que esta es la segunda parte de la historia. No s solo un apagón de electricidad el que se produjo ayer, sino que tuvo como consecuencia un apagón de las. Comunicaciones telefónicas en gran medida de muchos de los operadores. ¿Por qué? Pues porque las antenas repetidoras de la señal de, las,、eh, de la telefonía móvil también funcionan con electricidad.、Y、durante un rato pueden funcionar aunque no haya suministro, porque deben de tener baterías o algo. Esto luego el profesor se encarga de explicármelo. Pero luego ya no. ¿Y esto q u e supuso? Pues que el teléfono fijo fue ayer muy demandado en nuestro país. Ayer fue un día de echar de menos cosas: echar de menos el teléfono fijo, echar de menos la radio de las pilas. Las la propias pilas, echar de menos el cash, el dinero en efectivo. f e personas que habían tomado ayer un taxi para llegar al aeropuerto y decían: ¿Cómo lo pago? Pues es que no está funcionando ahora mismo la, la conexión del datáfono. Del, del, ¿Puedo pagar con tarjeta? Pues no. ¿Lleva usted efectivo? Nunca. Si es que ahora hay gente que ya nunca lleva, nunca llevamos. Efectivo, encima. Digo, bueno, Además de las consecuencias en la vida cotidiana de todos nosotros, que es lo más comentado del día de hoy, porque va a ser objeto de conversación entre todas las personas que ayer no tuvieron la ocasión de hablar entre ellas y hoy y así, hay un debate político ya abierto, un debate muy relevante que tiene que ver con las responsabilidades en todo este asunto. Debate político y que afecta en primer lugar a la red eléctrica española. Que es la compañía que se encarga de equilibrar la oferta y la demanda de electricidad en nuestro país. La producción, que depende de distintas compañías, de centrales y de distintas fuentes energéticas, la producción con la demanda, para que no se produzca un desajuste entre lo uno y lo otro. Lo que pasa es que ayer algo no funcionó adecuadamente, y esa es en este momento la hipótesis, o esa es la hipótesis principal, porque algo de eso ya empezó a reconocer anoche la red eléctrica española sin dar muchos detalles, pero descartando ya en la práctica lo del ciberataque que se había dicho a primera hora de. A primera hora del día. Y luego lo de las responsabilidades políticas. Hay un debate político, digamos, que hoy en la prensa ahora nos contará Dani está muy presente, que tiene que ver con la reacción del Gobierno de España a un apagón de estas características que nunca antes se había producido. Pero claro, como nunca antes se había producido, también se esperaba que el Gobierno igual diera explicaciones un poco antes de lo que las dio. Seis horas p a s a n casi seis horas, desde que se produjo el apagón hasta que el Gobierno dio la primera información. Y es una información bastante escasa porque todavía no ha dicho qué es lo que ha pasado. Y se encargó de hacerlo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y además no aceptó preguntas porque no había ni siquiera periodistas en la sala de prensa. En fin, que sobre eso también hay un debate hoy en los diarios. Bueno, la verdad es que hay poco debate porque hay más unanimidad que otra cosa. Unanimidad respecto de la falta de reflejos, digámoslo así, de una manera elegante y c o r t s falta de reflejos del gobierno de España. Mucho antes del alba. No hacen pan, aunque podría. a n s o n la primera luz de la actualidad. e r a Heraldos de la información. Y paladines de la opinión. Caballeros de la prensa. Responde el día más que a los demás. Son. Cásese con un e n t e r a d o r con un pistolero, con un jugador tramposo, pero nunca se case con un periodista. La España que madruga. A la normalidad, si nos dejan. Profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar de gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo buenos días, Daniel. ¡Arsina! ¡Se me oye! Es por no gastar mucha luz. Rosa Belmonte, buenos días. Buenos días. Siempre pienso que tengo que hacer testamento, pero como el mundo se acaba, ¿para qué? Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días. Para poner luz al deporte, si se puede. Amón Rubén, buenos días también para ti. El transistor, ¿eh? El transistor. Fue la radio. Llamémosle transistor. El transist ¿no? sí. Sabemos de lo que hablamos. Minuto y hablamos. Minuto. <risa> <risa> de, de, de las. De las. La de las. De las. De s De l a De l a d a s De l a De l a a l a e s d a l d a s De l a De l a a Acción a l i v i n and Culture ha recopilado las 33 prácticas de sostenibilidad más interesantes que se llevan a cabo en los museos de todo el mundo. Es una información recopilada en el libro clave de los museos, que es una obra de referencia para el sector museístico, que se presentó la pasada semana en el foro global Next In, celebrado en Brasil. Madrid. Este libro recoge las conclusiones de una investigación llevada a cabo en más de 150 museos de todo el mundo y pretende convertirse en una guía práctica para aquellos centros que desean integrar la sostenibilidad en su día a día, tanto si son de nueva creación como si se trata de museos ya consolidados e independientemente de su tamaño. Nos lo cuenta don Ramón Rodríguez Alonso, responsable de calidad y sostenibilidad en a c c i o n a l i v i n g and Culture. Este libro busca ser. r d o n d e el Sina? Tarde, eh. hoy, sí, hoy, Son、sí. las 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias, y hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es. La primera pregunta, Carlos, es la pregunta: ¿Qué a ha... Pasado. La segunda. No hablo de nuestras vidas, de nuestras incidencias. Pregunto: ¿qué grado de exposición han sufrido nuestra seguridad, nuestra defensa? La tercera. ¿De qué manera puede repetirse o grabarse una situación como la vivida ayer? La cuarta. ¿Ha contribuido el gobierno de Sánchez a la incertidumbre, compareciendo seis horas después del colapso y reapareciendo a las once de la noche? La quinta. Ha demostrado, creo que sí, ha demostrado a la ciudadanía sensatez y civismo en una situación tan extrema. La sexta. Nos tomaremos más en serio ahora a Usa Ondel Leyen cuando nos recomiende un kit de supervivencia. Dijo: transistor,、mm. agua, conservas, dinero en cash. A mí me dieron la vida. La séptima. Hemos de celebrar que haya habido esta vez coordinación y cooperación entre el gobierno central y las autonomías del PPE. Y la medida que es la última. ¿Tiene sentido mirar al Kremlin entonces y.? Vamos a los periódicos de esta mañana. Sorpréndenos, Dani, de qué tratan hoy los periódicos. Pues aquí tampoco sabe nadie nada. Los periódicos de esta mañana dicen lo mismo que usted, Mari Carmen, en Santander, que usted, Gervasio, en León, que usted, z Anchón, en San Sebastián, que usted, Asunción, en Sevilla. Los titulares de esta mañana podrían resumirse así: que alguien nos explique de una vez qué coño está pasando. Pero la radio. Ay, la radio. Lo oímos con nuestros propios ojos. Lo titula así, Sos Ermida, en un texto en el país. Vuelve el día de los transistores. La gente con la radio a pilas, la gente arremolinada en torno a los coches parados en la carretera con la radio a tope. Lo vi en una esquina de Donosti. La gente guardaba silencio para escuchar una voz atronadora que salía como de ninguna parte, que flotaba en el aire. La voz de Alsina era la voz de Dios. Patrón, te lo digo con Lorca porque esta emisora está en el paseo Federico García Lorca encima del río Urumea. Llena, pues, de palabras, mi locura. O déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. ¡Viva la radio! ¡Viva! a v i v a la radio! Aunque los periódicos no digan nada esta mañana, léanlos porque tenemos que comer y porque encontrará esos misterios que tanto nos gustan a los españoles. También hay artículos de opinión, imágenes del caos. La portada más ilustrativa es la de La Razón, una portada toda en negro con unas letras blancas donde se lee caos total. A veces y el país llevan exactamente el mismo titular, el gran apagón. Si es que a oscuras todos somos iguales. La Vanguardia dice. España apagada. El mundo. El gran apagón desconecta a España. Los periódicos destacan lo que ha pasado. Así, el, el, lo traduce así el diario.es. A las 12 y 33 desapareció el 60% de la energía que se estaba consumiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Que alguien llene de palabras nuestra locura. España se viene a negro y estamos a punto de elegir un papa de Pamplona. Los diarios responsables no hacen demasiadas especulaciones y destacan las palabras de Pedro Sánchez, que reconoció en sus dos comparecencias no tener ni repajolera idea de. Por qué desaparecieron esos 15 gigavatios. Hay una cosa extraña, un hecho. El gobierno de la Unión Europea destaca el ciberataque masivo, pero el gobierno de España no lo descarta. Veremos. El español, el misterio de los 15 gigavatios desaparecidos. Sánchez dice que no sabe aún por qué se ha caído la red eléctrica. El confidencial. Sánchez no aclara la causa del peor apagón de la historia y red eléctrica admite fallos del sistema. La razón publica esta hipótesis. Alerta militar ante la posibilidad de un ciberataque masivo. El CNI detectó una actividad inusual contra la red desde el norte de África. ¿Y qué otros agujeros negros has encontrado esta mañana en esas puertas de Tannhauser que, según tú, son los periódicos? Qué lindo. ¿verdad? Los editoriales no, en, lindo, en general、absurdo. son muy duros contra el presidente del gobierno por ese silencio de casi seis horas. El país es el más suave, pero la vanguardia dice: muchas horas de silencio para tan menguadas explicaciones. El español, un doble apagón impropio de una democracia. Se refiere al, al apagón clásico, claro, y al apagón informativo. ABC en su editorial también critica el doble apagón. La razón, el caos lo apagó todo también al gobierno. ¿Por q u e iban pasando las horas? Eso es lo que. Le recriminan a Moncloa a los periódicos y el presidente no salía a transmitir serenidad, a dar pautas, a decir algo, lo que fuera. El mundo nos pone en el espejo del país vecino. El gobierno de Portugal deja en evidencia a Sánchez al comparecer horas antes. De momento, a estas horas, las ediciones digitales hablan de que se ha recuperado un 90 y muchos por ciento, casi un 100% del servicio. Y termino con un repaso a los reportajes que dan cuenta de las situaciones de tensión vividas ayer. El Confidencial habla de las colas para comprar pilas, agua y linternas. El país también titula: Se llevan agua, papá. papel De váter, legumbres y velas. Esto no es raro, es la compra que muchos hacemos todos los días. Si compras papel de váter y legumbres, hay que comprar las velas de olor para contrarrestar. En el mundo escriben sobre los cajeros cerrados, sobre los padres que no podían recoger a los hijos. En La Razón, fotos muy impactantes de las ratoneras en que se convirtieron las grandes ciudades. Era difícil entrar y salir, gente haciendo autostop. En el país vemos a los hospitales suspendiendo todos al volo imprescindible. En resumen, cientos de miles de personas atrapadas en carreteras, trenes, ascensores y garajes. Ahora vendrá, avisan los diarios, lo de la Pasta y las aseguradoras. Veremos cuánto ha costado. Poco a poco, progresivamente, s t a m e e e n p r r o g i la normalidad va regresando. Los trenes parece que funcionan, el metro está a punto de hacerlo, los colegios, incluso aquellos donde las clases se han suspendido, están abriendo para permitir la conciliación de los padres. Y lo contentos que se pusieron ayer los niños cuando vieron a la gente aplaudiendo en los balcones al regresar la luz. Solo por eso tendría que haber cada día un apagón. Gracias, Dani. A ti, patrón. Gracias. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, r o s a m Pues hay un género hoy que es gente en trenes. En el mundo, ¿esto ha sido Putin o una tormenta solar? Incluso en un tren, sin datos en los móviles, los bulos corren a la misma velocidad que en las redes sociales, porque forma parte de la naturaleza humana, social. En el país, hemos aprendido a decir cero energético y pantógrafos. e n t r e c o m i l l a d Hemos desenchufado el tren. Tenemos que ahorrar energía de las baterías para cuando vuelva a luz. Y pod podamos subir los pantógrafos, que son las piezas de enganche a la catenaria. Con los lavabos sin corriente, las bombas de las aguas residuales no funcionan, con lo cual otro aviso era: bajen del tren solo si tienen que ir al baño. Por otro lado, varios operarios quedaron atrapados en lo alto de uno de los edificios de Madrid más altos mientras limpiaban cristales. Y lo mejor y lo más deprimente: Ucrania ofrece su ayuda. En ABC, los ciudadanos dejan las tiendas sin pilas, velas, aguas y conservan mercadona al corte inglés y al campo, tiran de generadores propios. En La Razón hablan de otros apagones más allá del de Nueva York del 77, en 2003 en toda Italia y en 2006 en Alemania.、Eh, otras cosas: el mundo. Las feministas clásicas llaman a recurrir al campo, no al campo, están incapacitados. <risa> Por haber participado en la negociación entre p s o e y Podemos, dice la diputada socialista、Al、Ángeles Álvarez. En la vanguardia, las cuentas de del Vaticano siguen en rojo pese a las reformas de Francisco. La Santa Sede arrastra un déficit que ronda los 80 millones por la caída de donativos. Ponce usted la X, ponce usted la X. En la vanguardia,、eh, Lili Beth. La hija de Harry y Meghan, de tres años, habla con marcado acento estadounidense. Los británicos están muy molestos. Y en el país, Mohamed VI retoma la actividad de gobierno en público tras su larga ausencia. Primera aparición desde diciembre de y en el 24 solo recibió a Sánchez y a Macron. En el mundo, en el, en nos cuentan que el último de la fila anuncia su regreso a los escenarios 28 años después. ¿Pero qué más nos puede pasar? Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo, expansión, el corte de luz total llega con tensión máxima por el cierre nuclear. En un editorial dice expansión: lo más desconcertante fue la falta de información oficial. Cabe mirar al caos que lleva meses viviendo el sistema eléctrico en nuestro país por la incorporación masiva de producción de fuentes renovables con enormes distorsiones en los precios mayoristas de la luz. Debe replantearse la estrategia del Ejecutivo apostando todo a las energías renovables y orillando energías con. Como la nuclear. ¿Puedo pedirle un favor a Pedro Sánchez? Sí, claro. Muchísimas gracias.、No、sí, por favor, señor Sánchez, mire, no, no nos tome el pelo. Ayer habló usted de red eléctrica como operador privado. No, mire usted, no. Esto está todo regulado por el Estado y la política, empezando por la presidenta de red eléctrica. No nos tome el pelo. Cinco días. Esto es serio. El paro marca la mayor alza en 12 años. La tasa de desempleo sube el, al 11,4% en el primer trimestre. Economista. La parada de cuatro nucleares agrava el mayor apagón de la historia de España. La estrategia de seguridad energética lleva caducada cinco años. Prensa Económica Internacional, bueno, el apagón está en todas partes, pero me ha interesado esto del Financial Times. Hablamos del proteccionismo mucho de Estados Unidos y nos olvidamos de lo de Europa. ¿Y qué es lo que ha pasado en Europa? Que Bruselas el año pasado le impuso aranceles del 45% a los vehículos eléctricos chinos. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos habla de Altman y Nadella, los que desataron. El boom de la inteligencia artificial toma n ahora caminos por separado. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Esteban, en la razón. Los asesores de Sánchez lo ven pasar volando en el Falcon y uno comenta que si tomara conciencia de la corrupción, nos conformamos con que tome tierra. La denominación de origen Rueda sigue apoyando el sector de la restauración y nos anima a ir a los bares a disfrutar de un vino blanco de rueda y también a compartir el tiempo, a compartir, porque compartir es vivir, compartir es rueda con Félix José Casillas. Y no se puede fallar en la red, eso pensarán hasta ahora Miquel Arteta y Luis Enrique, los encargados del sistema de Arsenal y PSG, equipos que van a jugar esta noche en Londres el primer partido de semifinales de la Liga de Campeones y del suministro de fútbol se van a ocupar Miquel Merino y Fabián y de cortar la producción francesa, por ejemplo, el portero David Raya. Es la Champions antes de que mañana la luz se fije sobre el Barça en el partido contra el Inter. Que va a llegar esta tarde a Barcelona y luce también Lamin Yamal, que va a cumplir 100 partidos mañana con la azulgrana. Están los c u l é s a tope de potencia y tras los fallos inesperados del equipo de Milán en las últimas semanas, son favoritos para viajar el día 31 de mayo a Múnich. El Barça que ha ganado también en Suiza la Champions Juvenil. No se descarta ninguna hipótesis. que a n c e l o t t i termine la liga, que Solari sea el entrenador en el Mundial de Clubes y que haga de puente para la llegada de Xavi Alonso al banquillo del Real Madrid. Lo que es una certeza es que el alemán Rüdiger va a ser sancionado. Se cierra hoy el plazo de alegaciones. Los que tienen que evitar el apagón son los equipos de la Euroliga de Baloncesto, Emergencia Nacional, porque por primera vez en 19 años España puede quedarse sin representante en la final a c u Así t r o a que hoy el Real Madrid contra Olimpiacos y mañana el Barça contra el m o n a c o están obligados a ganar. Almería y Racing de Ferrol van a recuperar esta tarde. El partido que no pudieron jugar ayer, y aunque hasta ahora siguen sin luz en la caja mágica, van a intentar subir a la red en el tenis. Y si alguna alguna se pregunta qué ha pasado en la NBA, siguen iluminados los Cavaliers que han eliminado a Miami y los de San Francisco, porque los Warriors han ganado 3-1 a los de Houston. <risa> en seis minutos s e r á n las ocho de la mañana, siete de la mañana en Canarias. Buena s noticia. s Ahora ¿sabes? mismo continuamos.、No, Buenos días, p e r d o n a d Alsina, a ¿Qué hora tienes? Las ocho de la mañana son las siete de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 29 de abril del año 2025, que es el día siguiente al apagón. Bueno, no tan siguiente, porque en algunos lugares aún hay problemas con el suministro eléctrico y con la cobertura telefónica. aún. Hay algún problema. Hay localidades que han, 99%, dice Red Eléctrica Española, 99% recuperado ya el suministro de electricidad. En algunas localidades se ha recuperado, pero muy entrada ya la madrugada, el suministro eléctrico. Hablamos de, de la una, de las dos, de las tres de la mañana. Lo que significa que desde las 12 y 33 minutos, que es cuando se produjo el apagón, desde las 12 y 33 hasta la 1, las 2, las 3, ha habido cientos de miles de hogares en nuestro país que han estado sin luz y sin conexión a internet. Esta segunda parte también es muy relevante para entender la peripecia que hemos pasado todos en estas últimas horas. La España del apagón, o la España que se recupera hoy de un apagón para el que todavía no hay explicación. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema. A las 12 y 33, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema, en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Se cayó de golpe el suministro eléctrico. ¿Por qué? Pues esto es lo que el gobierno no ha sido capaz aún de explicar. El gobierno se basa, así lo ha dicho, en la información que le facilita Red Eléctrica Española. No ha sido capaz de explicar el porqué, no ha sido capaz de explicar, o a sea, sí, cayó a cero ya, pero ¿cuál fue la causa? Al principio, acuérdese que a primera hora de la tarde de ayer, lo escuchamos aquí en el, la programación especial de Onda Cero, desde las doce y media con Elena Gijón. Eh, escuchamos aquí、eh, de, la primera especulación, era lo del ciberataque, pero, porque es lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, pero luego fue perdiendo fuerza eso del ciberataque sin que hubiera una hipótesis alternativa. Lo último que dijo Red Eléctrica en la segunda comparecencia que hizo en la jornada de ayer, en la noche de ayer se produjo, es que se había producido a esa hora de la mañana 12 y 33, una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia de las redes, acompañada de una pérdida de generación muy importante, una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia. Eh, ¿Qué significa eso y, sobre todo, a qué se debió esa oscilación tan fuerte y tan inusual que llevó a que el sistema eléctrico español se desconectara del resto de Europa? Pues es a lo que todavía no se ha dado una respuesta o una explicación. Y si algo se le ha reprochado y se le va a seguir reprochando hoy y mañana al gobierno de España、eh, respecto a esta crisis eléctrica, si algo se le ha reprochado es la tardanza. La tardanza en comparecer ayer y en explicarle al país lo que estaba pasando. ¿no? Esto de los 15 gigavatios que cayeron. A las 12 y 33 minutos, lo contó el presidente Sánchez en su segunda comparecencia del día de ayer, que fue ya casi cerca de la medianoche. La primera había sido a las 6 de la tarde, pero es que el apagón fue a las 12 y 33. Y entre las 12 y 33 y las 6 de la tarde. No hubo, no ya comparecencia del presidente, sino apenas ninguna información oficial o aclaración oficial por parte del gobierno. Y por ahí va a ir el debate político y mediático de las próximas horas. Lo principal que hay que saber a esta hora de la mañana, lo que les he contado: 99% de suministro restablecido, que sigue habiendo problemas de cobertura telefónica en algunos núcleos de población, que los colegios、eh, abren en casi todo el país, muchos de ellos sin jornada l e c t i v a pero. Abiertos para que los chavales puedan echar la mañana ahí en, en esos recintos, en esos lugares. Que funciona mal el transporte público, bastante mal en algunas ciudades. Acaba de abrir el metro en Madrid, lo ha hecho con retrasos sobre el horario inicial, que es el habitual, que son las seis y media de la mañana, abierto a las ocho en punto. Allí donde hay metro va a funcionar el metro. Autobuses municipales también, gratuitos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Y cercanías, el servicio de cercanías bastante afectado por el, la pérdida de suministro eléctrico. Y con dificultades para restablecerse. Cercanías no f u n c i o n a en Barcelona, por ejemplo. Rodalías ha comunicado que hasta nuevo aviso no se restablece el servicio. En Madrid sí hay cercanías, pero del 50%. O sea, podemos decir que funciona a medio gas, como funciona a medio gas también cercanías en Valencia. Y no funciona o no está previsto que funcione en muchas ciudades de nuestro país. O sea que la mañana se presenta todavía muy complicada, a pesar de que en los hogares haya vuelto, qué felicidad verlo, la luz. z h o l Ha habido millones de españoles que han estado、eh, 8, 9, 10 horas, 14 horas en algunos casos, no solo a oscuras, sino sin posibilidad de informarse de lo que sucedía. Porque dices, pues pongo la tele, es que la tele va enchufada a la corriente. Pues utilizo las aplicaciones del teléfono móvil, es que no funcionan las antenas de telefonía porque también van enchufadas a la corriente. Dices, ¿qué me queda? Pues me queda el receptor de radio sin, sin enchufar a la radio, o sea, el que va con pilas. La radio con pilas. Que además de informar, consume muy poco. Consume m u y poco, duran las pilas de la radio, duran una barbaridad. Eternamente, casi. La radio con pilas fue protagonista de la jornada de ayer. La radio de los coches también. Principal vehículo informativo al que España pudo agarrarse ayer para aliviar su inquietud, sus temores. Y su enorme desasosiego. O sea, ¿cuántos ciudadanos no nos acercaremos hoy a la tienda a comprar una radio de pilas, a comprar las pilas, a comprar un hornillo de gas? O iremos al cajero para tener un poco de dinero en efectivo, visto lo que sucedió en el día ayer. Lo del kit de supervivencia, ¿se acuerda usted? Las bromas que hicimos todos con el kit de supervivencia. Pues el kit de supervivencia era esto: un hornillo, una radio con pilas. David Abbas está en el centro de Madrid. Primero, para confirmarnos que el, que el metro está ya funcionando, ha reabierto las estaciones. Hay usuarios que durante una hora han estado esperando porque han visto que a las seis y media、mmm, finalmente no habría.、Eh, David, buenas, bu buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos ¿Qué tal? Días. Buenos días. ¿Ha abierto el metro? ¿Me lo confirmas en Madrid? n o Te lo puedo confirmar, dos minutos antes de las 8 de la mañana abría sus puertas el metro aquí en la línea 5, en la parada de Marqués de Vadillo.、Eh, un hecho muy celebrado por las decenas de personas que, como dicen, esperaban a sus puertas. Algunas nos contaban que desde las 6 de la mañana, otros muchos habían optado por emprender el camino a pie hasta el trabajo, otros intentaban coger un autobús sin mucha suerte porque venían totalmente saturados. Sí, sí, sí, me voy a coger el metro. Mira, escribiéndole a mi jefe, estoy para decirle a ver si puedo teletrabajar. Serían tres autobuses, transporte público, pero el problema está luego también la vuelta. Que si me pasa como ayer, que tuve que venirme andando desde Cuzco hasta aquí, pues imagínate. Acabo de solicitar un taxi, porque están pasando, mira los autobuses y no se paran. Pero llenos que van, digo. Sí, sí. Mira, este decibeles es el cuarto que pasa sin pararse, que es el que tengo que coger. ¿Y el servicio de taxi funciona? De... Sí, me han puesto que tarda seis minutos en llegar, pero, pero que, vamos, que llegará. Como decimos, Carlos, con la apertura del metro, la situación va volviendo poco a poco a la normalidad con el tráfico intenso habitual de estas horas en esta zona, con los semáforos funcionando. Y、eh, con las colas de la parada de autobús que se van disipando gracias a la apertura del suburbano.、Eh, los comercios no han abierto aún, sino han, sí lo han hecho los bares, donde, como puedes imaginar, el tema de conversación estrella es el apagón. Ayer sí tuviste ocasión de darte una vuelta, lo escuchamos en el especial informativo de nuestra cadena durante toda la jornada del día de ayer, de, de darte una vuelta por los, las tiendas o los bazares donde se venden habitualmente、pues, las pilas, las velas. Las velas. Eh, con, con gran、eh, demanda por parte de los ciudadanos. Encontrar un transistor ayer p、pues、u era s e encontrar una mina, una mina informativa, que, es, que era lo más、eh, apreciado en la jornada de ayer. Supongo que a lo largo del día de hoy lo iremos viendo y lo iremos contando. A lo largo del día de hoy, muchas personas que ayer no pudieron hacerlo van a decir para la próxima. Y por si acaso, voy a hacerme verdad con las baterías, con el transistor y con, con las velas, por supuesto. Y a ser posible con un teléfono fijo, que tampoco, que tampoco viene mal. ¿Cómo, ¿Cómo fue la tarde en los comercios? Pues ayer algo que llamaba la atención es que muchos de estos bazares ya tenían carteles directamente en la puerta, en los que anunciaban que ya se habían quedado sin transistores, sin pilas, sin linternas.、Eh, también había en la única tienda del centro de Madrid que yo vi、eh, que todavía seguía teniendo transistores, una tienda típica de, de c o m i s o s que normalmente son poco frecuentadas, había una cola pues, de unas 80-90 personas esperando para comprar su, su transistor. Otra cosa que me llamó la atención cuando iba circulando. Paseando por el centro de Madrid, d e s d e la plaza Jacinto Benavente, había un grupo de unas 20-30 personas formando un círculo. Y cuando me acerqué, pude comprobar que en el centro había un transistor a pilas con la antena desplegada y estaban todos ahí informándose a través de onda cero de, de la última hora del, del apagón. Seguiremos contando lo que sucede en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, en el, bueno, la, el País Vasco, de las primeras comunidades en recuperar el suministro eléctrico, pero también estaremos en el centro de Bilbao, de Valencia, de Sevilla, ciudades, otras ciudades en las que el suministro tarda. Madrid es de las que más tarde ha recuperado la, la electricidad y en Madrid están algunos de los nudos o nodos de comunicaciones más relevantes del país por la densidad de viajeros que también、eh, reúnen cada día. Por ejemplo, la estación de Atocha. Ya contamos a lo largo de la tarde de ayer que muchas personas. Que tenían previstos viajes, como se paralizó completamente el servicio ferroviario durante toda la jornada, pues se quedaron sin poder viajar y están intentando ahora recuperar lo que ayer no pudieron hacer, pero después de haber pasado toda la noche en una estación de tren. Hay una viajera que, que está al teléfono y creo que nos puede contar su, su peripecia, la suya y la de su familia, se llama Tere.、Eh, Tere, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo van las cosas después de esta noche y la tarde de ayer? Verdaderamente complicadas para ti y para tu familia, ¿no? Pues mira, ahora estábamos bastante bien, vamos camino de Girona ya.、Uh, ya nos han reubicado en el primer tren que salía hacia nuestro destino、uh -huh. y muy bien después del caos que vivimos ayer. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese caos? ¿A qué hora teníais previsto haber viajado a Girona?、Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vais de regreso a casa? Sí, sí, sí, nos han reubicado en muy bien, Rente, por esta parte. La verdad es que ya v a m o s camino a nuestro destino. Sí, sí. ¿Y, y ayer, pues sí, sí. Un, infierno. un infierno. Porque al llegar allí, vernos que no podíamos bueno, que no o o p d í a m salir, s que no iban a salir. Y fuimos, no habían para alquilar coches, no había, nos dirigimos al autobús, pero también no se podía coger ninguno, taches tampoco. Fuimos a hoteles y era como un peregrinaje y no había ningún hotel ni, ni nada para comprar para los niños. Había alguna cosa, un supermercado pequeñito, sin luz, que nos podía vender un poco de patatas, un poco de algo, pero nada. Y luego ya h a c i Atocha, que nos dejaron entrar adentro a partir de las nueve y media, un poquito más.、Uh -huh. Y allí en el suelo hemos estado durmiendo y. Y quiero agradecer todo, a todos los vecinos que a las tantas de la noche nos han ido trayendo mantas y comida de sus casas para bueno, para pasar r a a p la noche lo mejor que hemos.、Bueno. Y、sí, algunos incluso se ofrecieron a llevarnos a sus casas sí, para, con los niños y tal. De seguida que los veían, p u e s ofrecían incluso la policía. Sí. La generosidad de los la... vecinos del entorno de la, de la sí, estación. Sí, de... sí, sí, sí, sí. Le o q u le quiero agradecer a, a los vecinos que se acercaron allí y nos ofrecieron sus casas、sí. y nos ofrecieron e r r o nos n t a j comida, leche, pan,、sí. agua y la preocupación que se les veía que tenían hacia nosotros. Sí, sí. Y la policía que estábamos, nosotros estábamos del, en cercanías delante de la policía y ellos también lo que tenían para ellos se lo ofrecieron a los niños. Para que cenaran y los bocadillos que ellos tenían, agua. Mi p r o t e s c i ó n civil también vino a traer aguas, mantas. Y, y ahora a la madrugada han traído caldo y todo esto. sí.、Bueno. Y ahora, por parte de Renfe, ya estamos yendo para nuestro destino.、Eh, ¿vas, ¿Vas con tus hijos, que son pequeños? Sí. sí, tengo una niña de 8 y un niño de 14. Voy con mi marido y los dos niños. Bueno, para ellos es una aventura, pero, pero vaya trastorno. Sí, para, bueno, para todos. cuando ha comenzado el frío y esto, hemos、Uf. tenido que taparnos con cajas. Ha、Uf. sido, la verdad, un, un infierno. ¿eh? La, ver, yeah. Verlos así como estaban ellos、yeah. ha sido duro, la verdad.、Yeah. Porque mira, tú lo pasas como sea, pero cuando los ves a ellos, la verdad es que、yeah. realmente para mí ha sido, ha sido duro verlos.、Sí. Ha sido difícil. Bueno, sí, te, ha sido te, difícil, sí. Que, que tengáis un resto de viaje tranquilo, a ver si podéis descansar un poco、sí. hasta llegar a casa y、sí. a disfrutar luego ya en casa、sí. de la vida cotidiana con electricidad incluida.、Ah, sí,、vida. sí, a ver, a ver. Muchas gracias. m u c h a s gracias, Tere, por haber v n i d o A vosotros, a vosotros. Gracias. Adiós. Muy buenos adiós, días. Adiós. Desde el tren de alta velocidad,、eh, servicio de alta velocidad. Informa la compañía Renfe, informa el Ministerio de Transporte, que se está dando puntual información de lo que se va restableciendo y de lo que todavía no está restablecido. Que respecto de la alta velocidad, está ya plena, con, con pleno servicio, es decir, con plena normalidad. Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid,、eh, Madrid-Valencia-Murcia-Alicante, también Madrid-Granada, Madrid-Málaga, m a d r i d p a i s Vasco, Madrid-Algeciras, Madrid-Pamplona, parece que ya se ha reiniciado. Hay algunas dificultades entre Córdoba y Sevilla, ese trayecto se está haciendo todavía en autobús. Hay problemas también de momento con、eh, Málaga-Granada. Y con otras conexiones. Se ha restablecido también、eh, del todo la conexión de Madrid con Asturias y Cantabria, y viceversa, Astabria, Cantabria y Asturias con Madrid. Pero sigue habiendo algunas complicaciones en otros puntos. Los usuarios de los trenes de alta velocidad son los que peor lo han pasado, digamos, durante muchas horas, porque los trenes quedaron parados en lugares donde no era fácil ni, sobre todo, rápido que llegara la Guardia Civil para poder rescatar y evacuar a los、eh, viajeros. Bueno, estamos contando la España que ansía la normalidad, o sea, la vida corriente, bendita sea la vida corriente cuando no hay sobresaltos y cuando hay. Electricidad. Por ejemplo, en los colegios. Pachi Linaza se encuentra a la puerta del colegio Julián María Barrios en Madrid para contarnos cómo es el comienzo de un día que sigue siendo bastante inusual, pero ya vas parecido a los días corrientes. Pachi, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Pues sí, me encuentro acompañando a Marta, que es jefa de estudios de este colegio público Julián Marías de San Blas, con una cancela que ayer cerró más tarde de lo habitual, que hoy abre intentando simular que es un día normal, aunque. No lo será tanto porque será en la comunidad de Madrid día de coles abiertos, sí, pero sin actividad lectiva. Toca organizar turnos a este equipo directivo, organizar maestros, suspender algunas excursiones previstas. Jornada ayer complicada, nos decía la jefa de estudios. Ayer fue un día caótico. Tuvimos que esperar varias horas, lógicamente, a que llegara la última familia a recoger a sus hijos. Y bueno, pues obviamente se les esperó con todo el cariño y humanidad del mundo. Y hoy, p u e sin duda, intentaremos organizar el centro lo mejor posible y que los niños estén atendidos y tranquilos en el centro、eh, para que las familias puedan asistir a sus trabajos con normalidad. La buena noticia para los 28.000 chavales que hoy tenían que enfrentarse a los exámenes de diagnóstico en cuarto y sexto de primaria y en segundo y cuarto de la ESO. Es que se posponen en la comunidad de Madrid esas pruebas, esos, esos exámenes a otra fecha aún no fijada. Y si ahora h a b l a m o s con Tere, que está camino d en e el tren de alta velocidad, camino de su destino, camino de su casa en Girona, procedente de Madrid, en la estación de Sanz, desde primera hora, r i c a r d、eh, Jiménez nos está contando cómo es el despertar, el comienzo de esta estación y también el, el mal trago que han pasado algunos viajeros. r i c a r d buenos días. Hola, buenos días. Sí, las historias hoy aquí se cuentan por sí solas. Lo cierto es que aquí en San se cruzan centenares de vidas y simplemente tratamos de contar algunas de ellas a través de los micrófonos de Onda Cero. Pues una de estas historias es la que han vivido un grupo de la Imserso. Salieron ayer desde Toledo en dirección hacia Tarragona para disfrutar de unas vacaciones, pero se quedaron tirados a la una del mediodía en Zaragoza y hasta las nueve de la noche nadie los rescató y fue la UMI y la Guardia Civil, ni Renfe ni la Imserso, que por cierto los han dejado aquí completamente colgados. Han pasado la noche. En la estación, sentados en sillas incómodas, con la luz abierta y apenas sin poder dormir. Hablamos de gente mayor que aquí en s a n t s no les han dado ni agua. Y así nos lo contaban hace unos minutos. Mira la hora que es, no nos ha atendido nadie del i n c e r s o no nos ha atendido nadie de i r i o no nos ha atendido los únicos, la UME y la Guardia Civil. ¿Cómo, cómo habéis pasado la noche aquí? Aquí sentados en la no, silla, no、eh, en el suelo, los que no encuentran silla en el suelo y en este plan. Mayor, Somos personas mayores y algunos impedidos, y es que no nos hace caso nadie. <risa> Aquí en Sanz, las colas para coger los trenes de media y larga distancia son cada vez más largas porque se están recolocando los usuarios que han pasado aquí la noche en los trenes previstos para esta mañana. Por lo tanto, los usuarios que han llegado esta mañana están viendo cómo sus trenes quedan suspendidos. Por ahora, los más afectados, dirección Sevilla. Esa es la noticia, sigue siendo la noticia, sigue siendo la historia de la mañana, como fue la historia de España durante toda la jornada del día de ayer. Y se la vamos a seguir、eh, contando. Ya sé que hay otros asuntos、eh, que serán objeto de comentario, pero ya otro día. Hay otros asuntos que son relevantes. Eh, por ejemplo, la apertura de juicio ya decretada por la jueza,、eh, o sea que está, como se dice en estos casos, está al borde del banquillo o de ir a juicio、eh, David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, y que ya hay fecha para el conclave, supongo que usted ya lo sabe, y si no, pues se lo contamos en otro momento. Pero que la semana que viene, miércoles de la próxima semana, empezarán los cardenales、eh, reunidos ahí en. en Encerrados, más que reunidos, encerrados y también reunidos a deliberar sobre quién debe ser el próximo Papa. Son las 8 y 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y ahora el sector bancario español nos ofrece el faro económico, que es el comentario de José Carlos Díaz. Buenos días, José Carlos. Buenos días, Carlos. La revolución tecnológica nos ha hecho más eficientes, pero también más vulnerables. Ayer nuestro sistema eléctrico dejó de funcionar y un día después aún no sabemos las causas. Recientemente, la Comisión Europea nos recomendó tener un kit de supervivencia y una de las causas era un apagón eléctrico y ya se ha producido. Paradójicamente, la solución es avanzar más en tecnología, especialmente en ciberseguridad, para hacer frente a estos imprevistos. Pero yo ayer estaba en Vigo, pude sacar dinero en efectivo de un cajero pocos minutos después del apagón. Pude comer maravillosamente bien gracias a cocinas de gas y a la buena voluntad de los hosteleros. Y pude ver un cielo estrellado sin contaminación lumínica en el centro de la ciudad. Carlos, necesitamos la tecnología, pero sin renunciar a lo analógico por pura contingencia. Ayer la única fuente de información fue la radio con transistores con pilas. Son las 8 y 20 minutos, son las 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.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 Seguimos a las、eh, ocho y media, sí, pero en la mañana del 29 de abril, que es para la historia ya el día siguiente al 28 de abril. O sea, el 28 de abril fue el apagón, pues estamos en el día en el que primero hay que terminar de explicar qué es lo que ha pasado. O sea, ahí están trabajando los técnicos y trabajando también el gobierno, que tiene un compromiso con la sociedad española, que es ofrecer conclusiones, ofrecer una información concluyente, como dijo anoche el presidente Sánchez en la segunda comparecencia que realizó en el día de ayer, sobre cuál es el motivo de que ayer se quedara España sin. Suministro eléctrico, sin electricidad, toda la península.、Eh, se salvaron Baleares y Canarias. Luego fue restableciéndose el suministro, como viene diciendo el presidente, gracias a la solidaridad de Francia y de Marruecos, que aportaron, por decirlo así, suministro eléctrico, que empezó por el, por el norte y por el sur de España, de las primeras comunidades o territorios en los que se restableció la electricidad y durante, donde duró menos el apagón, por decirlo de otra manera, pues el País Vasco, por ejemplo, donde más. Pues la comunidad de Madrid, por ejemplo, Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde el suministro eléctrico se ha retomado o se ha recuperado en algunos lugares, en algunas localidades. Pasadas las、eh, dos de esta madrugada. Pasadas, a, a esta hora de la mañana, Red Eléctrica informa de que es el 99% del servicio, del servicio de suministro eléctrico el que está restablecido. Pero como les venimos contando desde primera hora, eso no significa en casa igual ya todo ha vuelto a la normalidad, pero no fuera de casa, porque el transporte sigue muy afectado por las consecuencias del apagón. El transporte ferroviario, donde menos afectado resulta, es en alta velocidad. A esta hora de la mañana está restablecido el servicio entre los destinos principales, que son、eh, Barcelona. Valencia, Alicante, Murcia, hasta Córdoba llega el tren que sale desde Madrid. Falta Córdoba-Sevilla y está muy afectado el servicio de cercanías, sobre todo en Barcelona, donde no hay, no está funcionando. Hasta nuevo aviso, no hay cercanías en Barcelona, en Madrid a la mitad, 50%. El metro funcionando, sí, en la ciudad de Madrid y en las otras ciudades donde. Existe metro y, y más cosas que enseguida les voy a ir contando de, de la información que vamos recibiendo respecto de la incidencia, las consecuencias del apagón de ayer. Y luego está la otra parte que es el debate político y debate mediático que ya está ahí. Bueno, debate. Hoy hay casi una、eh, unanimidad en los periódicos, una coincidencia total, no solo en las aperturas. La expresión que más se repite hoy es el gran apagón. Hay periódicos que recurren a las letras más grandes que se pueden llevar en una primera página para reflejar la dimensión, la relevancia de lo que ha ocurrido. Hay otros periódicos, como La Razón, que lo que hacen es una portada en negro, con solo dos palabras, que son caos total. Aportada en negro, que es a oscuras, digamos, como se quedó ayer todo el país. La de la vez es casi toda ella negra, con un momento en el que el público abandonaba ayer el tenis y aparecen pues ahí también en penumbra. Bueno, cosas que se destacan en la prensa esta mañana: que la causa no ha sido esclarecida todavía, que la angustia de los viajeros en l o s Trenes varados durante horas fue seguramente el momento más、eh, complicado que se vivió en el día de ayer. Que los hospitales han salido adelante gracias a los equipos electrógenos, como los medios de comunicación. He de añadir que gracias a los generadores alternativos s p u e pudimos seguir ofreciendo información. Se habla mucho de la radio de pilas esta mañana en los periódicos, como ya usted imagina. Y también se destaca mucho el civismo con el que. La sociedad, al final, los ciudadanos encajamos una situación como esta de ayer. Es verdad que hubo muchas complicaciones en el tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Barcelona, pero para lo que podía haber sido, o sea, Madrid sin semáforos, Barcelona sin semáforos, pues para lo que podía haber sido, al final, con grandes atascos y hasta a cuatro horas hubo algunos, algunas personas automovilistas en atascos en Madrid, dentro de eso, digamos que se pudo llegar a, a ordenar la situación. Y de hecho, acaba de informar el Ministerio del Interior de que no hay noticia. De sucesos、eh, violentos o graves en ningún lugar de nuestro país. Es t e otro temor que había. Ayer hablábamos por la tarde aquí en el especial con el alcalde de Madrid. Nos decía es que llegará la noche y una ciudad como Madrid sin iluminación y sin suministro eléctrico para todos los sistemas de seguridad que hay en los hogares y sobre todo en los comercios es una situación muy complicada. Bueno, pues finalmente de todo eso. No hay que lamentar apenas nada. Tampoco digo en los hospitales. Editoriales de la prensa, y a termino con el repaso de un vistazo a los periódicos de esta mañana.、Eh, editoriales, y aquí sí que hay una coincidencia general, bueno, general, de total, diría yo. La razón, dice, por ejemplo, el corte de energía se prolongó más de lo razonable. Fue un desastre que va a acarrear un coste económico grave para el país y constata, <coughs> constató ayer la incapacidad del gobierno para reaccionar a una situación de crisis como esta. El país, dice, España dispone de un sistema robusto y moderno con cortafuegos suficientes para anticipar un apagón de estas dimensiones. Es imprescindible investigar las responsabilidades. El mundo, al insólito apagón, se unió a una información tardía y escasa. La situación sería aún más grave si llega a confirmarse, si se confirma en, en adelante, que hubo indicios. De que podía generarse un problema y no se tomaron las medidas adecuadas. Destaca mucho el mundo en su edición de hoy el aviso que hace cinco días hizo Repsol. Sobre un fallo en el sistema eléctrico que le obligó a frenar la actividad de su refinería en Cartagena. Entiende que ahí hubo un aviso de que algo no estaba funcionando bien y no fue atendido por quien debía haberlo hecho. ABC habla de doble apagón, apagón de electricidad y apagón informativo. Dice que los españoles dimos ayer una elección de civismo en contraste con la incomparecencia del Estado. Doble apagón lo elige también como, como título de su editorial el español, que dice que fue、eh, lo de ayer impropio de una democracia civilizada y censura la incomparecencia de la presidenta de Red Eléctrica Española. La Beatriz Corredor, que no es ingeniera, dice el español, sino ex ministra, y que fue escogida precisamente por sus dotes comunicativas, que hasta este momento, entiende ese periódico, pues que no han sido puestas a. no han sido, digamos, contrastadas. ¿no? Y la vanguardia, dice la vanguardia, demasiadas horas transcurridas entre el apagón y la comparecencia del gobierno, y además para no explicar nada. Hoy ni la vanguardia, presidente. Y hay otros asuntos en la prensa, pero ya se los cuento otro día. Por ejemplo, que Putina h d e c l a r a d o un alto el fuego en Ucrania, pero que Zelensky no se lo cree. Que va a ser procesado el hermano de Pedro Sánchez, el hermano músico, David Sánchez Pérez Castejón. O sea, el, juicio, el caso este que iba a quedar en nada y que sería archivado, pues al final va a acabar en juicio. Ya se verá luego cuál es la sentencia. Que se ha aplazado el dictamen de la Comisión de los Mercados de la Competencia sobre la, o, la OPA del BBV Al de Salvadell y que ya hay fecha para el cónclave. Será el miércoles de la próxima semana, o sea, el 7 de mayo empezarán las deliberaciones cardenalicias. Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Bien, somos Hijolusa, saben cómo hacernos disfrutar de lo natural con sus palitos de zanahoria、eh, muy frescos, crujientes, listos para disfrutar como aperitivo, como snack, como tú quieras. Somos Hijolusa, la frescura de la tierra en tu mesa. A ver esa foto de. Aquí、ah, es del gallo a la torre, como cada mañana, también hoy a esta hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Con el 99% de la demanda eléctrica restablecida, las ciudades tratan de recuperar el impulso. Ya nos gustaría poder decir que esto no va a volver a ocurrir, pero nuestro deber es decir la verdad. Y ya q u e n o s recomienda n informarnos por los canales oficiales, la conclusión de la comparecencia de anoche del presidente del gobierno es que no es capaz de asegurar que esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no sabe lo que ha ocurrido. 18 horas después, todavía no hay una explicación más precisa que la que habla de una anomalía. Y esa oración pasiva tan vaga. A las 12 y 33 se perdieron súbitamente 15 gigavatios de potencia. ¿A dónde fueron? ¿Por dónde se fugaron? ¿Alguien les hizo un butrón? Desde luego, Pedro Sánchez no es capaz de responderlo. Tampoco permitió que nadie se lo preguntara. Y eso incrementa la incertidumbre del día de mayor incertidumbre de nuestra experiencia colectiva. Aprovisionarse está bien. ¿Cuántos se rieron de los que lo hicimos, verdad?、Eh, estamos otra vez ante el caso de la burla de las mascarillas.、Eh, se ve. Que está bien hacerse con un transistor, con velas, con efectivo, pero también conviene que nos vayamos deshaciendo de algo, prescindiendo de una carga. Concluye la torre, concluye. Concluyó que conviene deshacernos de esa estúpida arrogancia que nos lleva a hacer afirmaciones muy alegres, como que tenemos el mejor sistema eléctrico, el más seguro, evolucionado y estable del mundo. Esto no es una exageración, es lo que le decía Beatriz Corredor, pre presidenta de Red Eléctrica, a Susana Griso, en e s p a c o Público. Que tengas un buen día, Rafa, más tranquilo i t del que el, que el de ayer. Y gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Los Callahan para estas personas que enseguida presentaré a l i c i a Ahora ponerte tus zapatos es mucho más sencillo que nunca con los Callahan Easy Fit Auto Calzable. Lo último en tecnología. Más rápido, más sencillo, sin necesidad de agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y s a l a caminar por tu ciudad, por tu pueblo, por tu localidad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit Auto Calzable. A la venta en las mejores zapaterías y la web callahan.es. En t e r t u l i a esta mañana aquí en la radio en más de uno está Paco Maruenda. Buenos días, Paco.、Y、buenos días, Carlos. Buenos días, David Jiménez Torres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alsina. Muy bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Que sé que es sincero. Buenos días, Marta García Ayer. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días, y, qué buena cara tienes. Y, y bienvenida. Muchísimas gracias por tus comentarios. Buenos días, Rubén Amón. Pasan cosas, Carlos. Se nos acumulan los Y siempre la cuenta él. No, Aquí las empezó a contar en l e a g i j ó n en un programa especial、sí. que se inició a las doce y media de la mañana, con toda la dificultad que todos los oyentes ya pueden imaginar. La dificultad, porque dicen, ¿ustedes siguen sonando? Sí, seguimos sonando porque hay、eh, generadores o como sea en, en el grupo, o sea, que aportan electricidad. Pero lo difícil es contar lo que está pasando. Cuando es tan difícil enterarse primero de lo que está pasando. Esa situación de, de desasosiego total, de falta de información absoluta y de problemas con las comunicaciones, de las que dependemos también en la radio. Una cosa es que se nos escuche y otra cosa es que nosotros podamos escuchar a, quienes, a los redactores que están en, en los lugares. Y toda esa dificultad fue con una profesionalidad envidiable, resuelta ayer por el equipo de informativos. De nuestra cadena, equipo informativos y, y de realización técnica y de producción de nuestra cadena. Bueno, como sé que estáis preguntándoos, luego me contáis vuestras experiencias personales, que es un poco lo, lo que vamos a hacer todos hoy, durante lo que venimos haciendo todos durante el día de hoy. O sea, hoy es un día de reencuentros, o sea, es un día en el que ya puedes hablar con personas con las que ayer intentabas hablar durante toda la tarde y no sí, lo conseguiste. Con los tuyos. Con los tuyos, es un día. De, que, de volverte a encontrar con personas a las que ves todos los días y a las que te apetece mucho contarles cómo te enteraste, dónde estabas,、sí. eh, cómo lo viviste y, y, todo, y cómo has pasado estas horas, que en algunos casos han sido hasta 12 horas, ¿sí? eh, 12, o más. O más. En algunas localidades, estamos hablando de que se fue la luz 12 y 33 en toda España, menos Canarias y Baleares, 12 y 33, y en algunos sitios ha vuelto la luz a las 2 y media de la madrugada o a las 3 incluso. O sea, tu cantidad de horas en casa con, con todo apagado,、eh, incluida la televisión, y, y con la radio igual sonando, si has tenido la fortuna de ser una de esas personas que. Con gran、eh, previsión, pues mantu mantuviste el transistor ese que te decían que tiraras, que ya para qué, ya para qué, si ahora ya todo se escucha por internet, no sé qué, pues lo mantuviste ahí. Luego me encontráis vuestras experiencias. Por cierto, oyentes de este programa, si queréis también participar de la conversación de esta mañana, que es、eh, cómo lo has pasado, cómo lo has vivido, cómo lo has sufrido, cómo lo notaste, cómo te enteraste, cómo, lo ha, cómo, te, ha, cómo te has informado, si queréis contárnoslo, 609-83-1034, ahora voy más despacio, 609-83-1034, asunto. Apagón, y ahí nos vais contando lo que buenamente queráis a lo largo de toda la mañana. Pero, como hay una pregunta que está ahí en el aire, que es la pregunta: es ¿qué es s ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que se haya producido una situación como esta? Nunca antes se había producido. De ahí. El interés que, que despierta es saber exactamente a qué se debe la caída de, dijo el presidente anoche, 15 gigavatios de golpe, o en 5 segundos, de la generación eléctrica. Pues le quiero preguntar, y seguro que vosotros también, le queréis preguntar cosas a Alberto Carbajo, que es ex, -ex consejero de Red Eléctrica Española, y por tanto, una de las personas entiendo que mejor conocimiento tiene y que con más、eh, magisterio puede explicarnos cuáles son las posibilidades. Entiendo que Red Eléctrica todavía no ha dado una、eh, conclusión definitiva de qué es lo que ha ocurrido. El presidente dijo anoche que se está trabajando en ello, incluida Red Eléctrica, o sea que se está primero en la prioridad de restablecer el servicio, pero que luego, en efecto, se está trabajando para averiguar qué es lo que sucedió, pero que aún no se puede dar una información concluyente, que no se descarta ninguno de los escenarios.、Eh, señor Carbajo, buenos días. Hola, buenos días. No, buenos días. Bueno, causas posibles de una. De una situación como esta. Anoche dijo Red Eléctrica, habló de una oscilación fuerte en los flujos de potencia acompañada de una pérdida de generación muy importante. Para los que no entendemos una palabra de, de todo esto, lo que le pido es un esfuerzo de, de, de didáctico, Alberto, si, si es posible. ¿De qué se está hablando cuando se habla de esta oscilación fuerte en los flujos? O sea, ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿O lo que se, se supone que pasó? Bueno, no sabemos todavía. Yo creo que r e f e r e n c a tiene que abordar ahora una serie de estudios pertinentes para llegar a, a, a conclusiones definitivas, ¿no? porque en ello nos jugamos、eh, la seguridad del sistema eléctrico y, por supuesto,、eh, la presencia de una serie de, de, de tecnologías renovables que nos van a permitir reducir nuestras emisiones de CO2. Las la, la, la oscilaciones, las bruscas oscilaciones de, de potencia, pues es un resultado también, es una, no es una causa, es un resultado. Algo ha pasado, que es lo que habrá que, que analizar, ¿eh? por el cual se producen esas oscilaciones, y luego sí, ya se entiende después que esas oscilaciones han hecho que determinada generación se desconectase. Y eso porque es. Porque hay una, hay una serie de, de, digamos, de tecnologías en el sistema que、mmm, actúan ante cualquier incidente que se presente, actúan en una fracción de segundos en milisegundos ¿eh? y se desconectan de la, de la red para proteger su propio sistema. sistema esto. Entonces,、mmm, el problema es por qué se producen esas situaciones. Ahora, hace falta también saber otra cosa. En el sistema eléctrico, como es un sistema, digamos, de intemperie, es decir, sometido a, a cantidad de, de fenómenos, de lluvias, de rayos, hasta de cualquier cosa de esos animales que entran en una estación o t a entonces existen una serie que, de, de mecanismos de protección que se llaman las protecciones, que lo que hacen es, cuando se, se presenta un incidente, Eh, procuran despejar la falta y tienen unos tiempos de actuación. Esos tiempos de actuación están alrededor de los 60 milisegundos.、Eh. Esos 60 milisegundos es bastante más que, bastante más que los、mmm, tiempos en los que se han desconectado a algunas tecnologías. ¿no? Como por ejemplo, porque parece ser que de los 15. ¿Qué vatios que, que, calles, que se, se desconectaron en los 5 segundos? Que 5 segundos es muchísimo tiempo, porque estoy hablando de milisegundos, no de segundos. ¿no?、Eh, pues esos, cinco esos 15 gigavatios, 10 eran fotovoltaicos y 4 nucleares. ¿eh? Entonces, que 10 fotovoltaicos se desconectaran, pues preocupa. Sobre todo porque, porque se contaba con una tecnología que, si bien no es, no es predictiva, porque es difícil la predicción y, y es muy volátil, pero sin embargo era bastante segura, ¿no?、Eh, y se ha, se ha desconectado, a u n incidente,、eh, porque se han protegido a sí mismos、eh, desconectándose de la red. Entonces, eso. No, no, Eso pues, es, un, es un problema, y eso es problema parecido. Lo tenía la eólica hace diez años, pero hubo doce, y se empezó a hacer una campaña con la eólica ¿eh? para, que se, para que de alguna manera, a pesar de que se presentara un incidente de esos, no se desacoplaran, ¿eh? porque no, no se desacoplaran, no se p r o d u r á un hueco de tensión, y la, y la eólica lo soporta. Pero en cambio, de la fotovoltaica no. Y es lo que primero que hay que hacer: es obligar a la fotovoltaica a añadir、eh, mecanismos que eviten esa situación. Porque una cosa que hay que explicar es que el sistema eléctrico、eh, es un sistema, digamos, yo creo que、mm, basado en. En un equilibrio dinámico, instantáneo, entre la generación y la demanda, que tiene que mantenerse en todo momento. Por eso la reposición es lenta, en la medida en que vamos incorporando demanda y, y, y generación, tiene que hacerse al mismo tiempo. ¿eh? Por eso pues, los incidentes de este tipo pues, duran o c h o o diez horas de, de su reposición. Y luego es importante saber también lo que es la inercia en el sistema. En el sistema eléctrico existen muchos generadores、eh, que son rotativos. Estos generadores rotativos、eh, tienen un peso, una, una masa, y esa masa girando les proporciona una inercia. Y esa inercia lo que, para lo que vale es que cuando se produce un incidente en que haya una alteración de, de, de la potencia que está entrando, porque.、Eh, Porque es de más o de menos, entonces estos generadores que, son, que tienen esa masa rotativa, pues digamos, disminuyen, varían, disminuyen, aumentan su velocidad y, y cambian esa energía、eh, que llevan de, de rotación, la cambian por energía eléctrica, que es la que está faltando, para mantener siempre ese equilibrio entre generación y demanda. El problema es. En un sistema en, en transición、e、ecológica como el que tenemos, pues、eh, si desaparecen los grupos si desaparecen los grupos que tienen esa masa giratoria, es decir, que en su configuración no. no como es, por ejemplo, la eólica que tiene muy poquita inercia、mm. o la fotovoltaica que no tiene ninguna y por lo tanto no puede ni participar en los mecanismos de ajuste. ¿eh? Pues es necesario que, el, que exista en el sistema eléctrico una, digamos, inercia adicional ¿eh? para cubrir esa, esas diferencias. No sé si h a sido demasiado complejo la explicación, pero me interesa y mi intención ha sido vulgarizarlo.、Sí. Lo, lo, lo que concluyo después de escucharle, a Alberto, es que las energías renovables son un gran avance. Porque contaminan menos y todo lo demás, pero que las fotovoltaicas, digamos, tienen todavía un camino por recorrer. Primero, para compensar, digamos, esta menor inercia que tienen o, o falta de inercia respecto a, a los generadores que van con rotores. Y luego, para esto otro que usted nos decía, que entiendo que lo que falta por, por averiguar entonces es cuál es el incidente. Que trae como consecuencia que las fotovoltaicas se desconecten, digamos, del sistema y 10 gigavatios de golpe dejen de ser suministrados al conjunto sin que, sin que haya caído la demanda, claro, que ese es el problema que supone la, la falta de ajuste entre oferta y demanda. Es decir, que se ha producido algún incidente que ha hecho que las fotovoltaicas se desconecten del sistema, pero no sabemos qué incidente es ese, porque tampoco ayer sucedió nada que sepamos distinto de cualquier otro día soleado en、bueno. nuestro país, ¿no? Parece, parece, pero vamos, todavía eso hay que certificarlo. Sí. Se me ha caído la llamada. Se nos、Augusto、ha. q u s t o en el momento. nos ha cortado la no, comunicación. Se han caído las líneas. No, bueno, o sea, no, vamos, a, vamos, a, vamos a retomarla y de momento que tome el relevo ó s c a r Barrero, que es consultor de transición energética de PricewaterhouseCoopers y que también creo que puede explicarnos cosas de estas que nosotros no, no dominamos, ¿verdad, queridos contertulios? ó、eh, s c a r buenos días. Hola, buenos días, hola, Carlos. Hola. Un、buenos、placer、días. estar con vosotros. Bueno, re, re, gracias, Oscar.、Eh, eh, Inicio la conversación contigo donde he terminado, aunque sea abruptamente, la conversación con el señor Carbajo, <ríe>、sí. ex consejero de Red Eléctrica Española.、Eh, esto que él nos, nos, nos explicaba, de que si se produce cualquier incidente. Que digamos que suponga una descompensación notable, entonces hay una, una de las energías que aportan al sistema, que en este caso sería la fotovoltaica, por algún motivo, pues, ha,、eh, para autoprotegerse, digamos, ha, se ha desconectado del sistema. Pero claro, ayer, ayer, no, ayer no pasó nada. O s sea, e Ayer a era un día, un día perfectamente corriente, no fue un día ni de situaciones meteorológicas extrañas ni extremas. O sea, un día muy soleado, es verdad, que entiendo que por eso las fotovoltaicas estaban aportando mucho al mix energético, pero no pasó nada inusual, más, más allá de lo que sabemos. n o No, correcto. Bueno, es, es un día, digamos, de la nueva realidad, ¿no? Que nos enfrentamos en el sistema eléctrico en el que efectivamente,、eh, nos vamos a c o s t u m b r a r a que una mayor,、eh, durante muchas horas del día, la mayor parte de la generación、eh, sea renovable y por lo tanto, Eso nos lleva a que vamos a tener muchos periodos en los que las oscilaciones, tanto de potencia como de frecuencia, que creo que, que ha explicado muy bien el señor Carbajo, pues van a ser habituales, ¿no? Por lo tanto,、eh, y además, teniendo en cuenta que el sistema tiene que mantener ese equilibrio tan fino, ¿no?、Eh, en esos 50 hercios o en ese nivel de tensión para que todo funcione, tanto desde el lado de la generación como la demanda,、eh, la cuestión no es、eh, que también, ¿eh? ¿Por qué se han producido esas oscilaciones? Que yo creo que van a ser bastante habituales. Sino,、eh, cómo nos aseguramos que en ese momento tenemos efectivamente esa potencia de inercia que nos asegure que esas oscilaciones las puede asimilar el sistema. Porque si no las asimila, lo que ocurre es efectivamente lo que ha ocurrido:、eh, que tenemos,、eh, saltan todas las protecciones, se empieza a desacoplar toda la generación y por lo tanto ya entramos en un fallo en cadena, digamos, y, un, y en un cero absoluto, ¿no? Pero digamos, la desconexión de la generación, esos 15 gigavatios que、uh -huh. se anunciaban que, que se habían desaparecido, No es que hayan desaparecido y eso genera la caída del sistema, sino que es la propia oscilación del sistema que no es capaz de ser absorbida y gestionada, porque en ese momento, recordemos, la mitad de la generación nuclear estaba fuera del sistema y la potencia hidráulica y ciclos combinados, que son las otras generaciones con inercia, estaban bajando todas carga para poder acomodar toda la generación renovable que estaba entrando e las horas centrales del día, pues prácticamente en esos momentos nos quedamos sin esa potencia de inercia que nos permitió absorber esas oscilaciones. Eso nos lleva a saltar las protecciones como, como las protecciones de nuestras casas y eso、eh, desacopla la generación y genera su, a su vez ese efecto en cadena, ¿no? Y, y, y se tarda luego tanto en poder. Es que me has, has utilizado el símil este de, de la protección de nuestras casas. Salta el automático, que se dice coloquialmente. Salta el automático en casa y entonces lo que hacemos todos es ir y levantar otra vez el automático. Entiendo que en, este, en grandes dimensiones la cosa debe ser un poco distinta, pero se, se desconecta, por、claro. ejemplo, las, las centrales fotovoltaicas se desconectan por, para protegerse. Salta la protección. Se desconectan del sistema. Y empiezan a, a aportar más al sistema otras fuentes energéticas, las centrales de ciclo combinado que decía ayer el presidente Sánchez, o, o bien electricidad o de Francia, hidráulicas,、sí. eso es, o hidráulicas, o bien de, de electricidad de Marruecos y de Francia, para compensar lo que no están aportando estas otras fuentes energéticas que tenemos en España. Pero ¿Por qué tarda tanto luego en recuperarse la aportación? O sea, las、sí. fotovoltaicas se desconectan y, y qué tiene que pasar luego para que se vuelvan a conectar? Bueno, el problema es que cuando, cuando digamos, tú tienes una desconexión desde uno de los dos lados, n o desde una generación o de una demanda,、eh, y tú intentas reponer, al otro lado tienes el, el sistema digamos, en equilibrio. n o Cuando se ha producido un cero absoluto, es que no tienes ni demanda ni generación. ¿Sí? Es decir, y por lo tanto,、eh, tú tienes que ir arrancando parcialmente tanto generación como demanda para asegurar que cada uno de los sectores s d i g a m o de la red que estás energizando en todo momento se encuentra equilibrado. Porque si no estuviera equilibrado, volveríamos a tener otra vez la misma reacción en cadena. ¿no? Con lo cual, aquí el problema es que una vez que el sistema llega a un cero absoluto, en ese momento ni tienes generación ni tienes demanda,、eh, y por lo tanto tienes que ir arran arrancando las dos cosas、eh, de forma, digamos, parcial、eh, y asegurando en todo momento que los parámetros de red que hemos comentado antes, tanto de tensión como de frecuencia, Se van, se van manteniendo, ¿no? Y eso, y eso no es obvio, ¿no? Toda la, toda la generación que entra tiene que entrar, entre comillas, sincronizada, ¿no?、Eh, digamos, a la vez que, que, que la demanda, ¿no? Y eso, pues te lleva efectivamente a un, a un protocolo, ¿no? En el que, pues entran primero ciertas centrales、eh, y entran ciertos sectores de, de consumo, todas las zonas que estaban más cercanas de las、eh, interconexiones donde podíamos、eh, apoyarnos, ¿no? En el, en el caso de Francia, cuando ellos mantuvieron o repusieron su, su energía, pues、eh, se pudieron conectar antes. Entonces, bueno, es un proceso largo, no, no es inmediato, no es el mismo fallo que si hubiera ocurrido, por ejemplo, únicamente en un territorio o una región, n o que, que tienes la posibilidad de apoyarte del conjunto del sistema que has e g u i d o operando para poder reponer el servicio. n o Aquí partíamos prácticamente de cero, es un arranque、eh, total y absoluto. n ¿no? eh, Oscar ó Barrero, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y por haber hecho el esfuerzo de, de, de que te comprendamos los que no entendemos una palabra. De todo esto. Pero, gracias gracias gracias, pero que gracias a gente como Oscar, pues vamos sabiendo cosas. Le agradezco también a, al señor Carvajo que nos, nos quedamos a medias en la conversación. Alberto, justo cuando usted、eh, nos estaba hablando del, del incidente que habrá que saber cuál ha sido. Porque, porque todo esto que venimos explicando, que nos explicaba ahora、eh, Oscar y que usted mismo nos explicó antes, esto es el día a día del mix energético en España. Algo tiene que haber ocurrido en el día de ayer que haya provocado una situación que nunca antes se había producido. Eso es, o sea, habrá que analizarlo porque realmente de, esa, de ese análisis se sacarán consecuencias de manera que se garantice、eh, la estabilidad del sistema en todo, en todo momento, incluso ante, ante incidentes que pueden presentarse. Con relación a otro de los temas que era la, la duración、sí. del proceso de reposición. Es que es un proceso complicado o complejo, porque, porque nos hemos quedado sin, sin nada de generación. La poca generación que nos llegaba por las interconexiones de Marruecos y de Francia de después. ¿no? Pero claro, nosotros tenemos una serie de centrales, pequeñas no pequeñas, varias centrales hidráulicas que tienen arranque autónomo. Es decir, no necesitan electricidad para p o n e r s e en marcha. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? utilizando estas centrales hidráulicas y asociándola a determinados consumos de próximos que puedan de alguna manera mantener ese equilibrio instantáneo de generación y demanda. Después, y eso nos va a producir una serie de islas eléctricas a lo largo del, digamos, de la geografía española. Después hay que interconectar esas islas también bajo el principio. De que en todo momento la generación sea igual a la demanda de, de, de la suma de las dos islas interconectadas. Y luego, ya cuando todo eso sea un e c o sistema, ¿eh? ¿eh? entonces hay que seguir con el mismo proceso de incorporar generación en la medida, o incorporar demanda en la medida que podemos incorporar generación. No es tan evidente porque, todas las, porque las centrales tienen unos tiempos de arranque. Entonces, las centrales de ciclo combinado, pues desde que están frías, pa paradas, hasta que estén ofreciendo energía, son unas c i n c o o seis horas. Las centrales de carbón son, ahora ya no las utilizamos, pero eran como 7 u 8 horas.、Eh, y las, digamos, las centrales nucleares pueden llegar a ser 20 o 24 horas. Entonces,、eh, normalmente se utilizan las centrales de ciclo combinado. Pero claro, todo esto son unos tiempos que hay que ir cuidadosamente escalando ¿eh? para ir incorporando la demanda en la medida que contamos con una generación que esté ya funcionando.、Uh -huh. Alberto, gracias por habernos、eh, atendido y explicado esta mañana cómo funciona el mix energético. Gracias y un abrazo. a l b e r t o Carbajo, que fue consejero de Red Eléctrica Española. Sé que los contertulios de este programa están deseando contarnos sus impresiones y enseguida estoy con vosotros. Pero María Gómez Prieto está a las puertas del de Instituto de Educación Secundaria de Madrid. Isabel la Católica,、eh, que abrió ayer sus puertas por si algún. Bueno, abrió, mantuvo abiertas las puertas por si alguno de los alumnos, alguno de los chavales, tenía que pasar la noche allí. Incluso algunos de los profesores, p o r o ayer era muy difícil. Moverse en Madrid y ya hemos explicado que era muy difícil volver a casa cuando no resides en el centro de Madrid, aunque trabajes allí, aunque vayas allí al, al colegio.、Eh, ¿Cómo está la situación a esta hora de la mañana, María? Buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, tuvieron que alargar bastante la jornada, tanto los profesores como los alumnos, ayer. No tuvieron que estar toda toda la noche en este Instituto de Isabel la Católica. Hay muchos alumnos que viven lejos, los padres no pudieron venir y otros iban para, para casa en transporte público y no pudieron coger sus trenes. Así que se quedaron con los profesores, con ellos, aquí en las aulas, hasta casi la medianoche. Me lo ha contado hace unos minutos César Molina Prados, que es el jefe de estudios adjunto del Instituto Madrileño. c ó m o v i v i s t e i s ayer, la situación que tuvisteis que improvisar un poco para alojar a los estudiantes que no se podían ir. Porque no podían venir sus padres o vivían lejos, ¿no?、Uh -huh. Sí, efectivamente.、Ah, creo que fue a las doce y media cuando、eh, vamos, se dio el apagón y empezamos a darnos cuenta que esto, lógicamente, podría ir para mucho tiempo. Entonces, es un centro muy peculiar porque está muy cerca de Atocha. Y tenemos 1.700 alumnos. Y el tema es que estos alumnos vienen de, de cualquier parte de la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid. Entonces intentamos filtrar a q u e l l o s alumnos que podían volver a sus casas cerca, pues que fuesen de Moratalá, de Arganzuela, de Vallecas. Pero hay chicos que viven en Parla, en Pinto, en Colmenar Viejo, en Alcobendas, en Alcalá de Henares. Para estos, niños, estos chicos era imposible volver a casa. Y, y luego son niños que algunos tienen 12 años. No, no, no podíamos permitir que estos chicos estuvieran vagando por la calle sin ningún Tipo de destino. Así que nos quedamos aquí como una treintena, con una treintena de alumnos. Suerte que teníamos algo en la cafetería para comer, Comi、eh, comieron algo, estuvieron toda la tarde y luego a, a medida que fue pasando la tarde, pues algunos padres vinieron a por ellos y la luz volvió aquí como a las ocho y media y a las doce menos cuarto vino el último padre a recoger a, a su hijo, no sé si era de Alcalá de Henares. Así que sí, tu tuvimos que improvisar y sobre todo. Eh, teniendo en cuenta que somos centros de protección de, de menores, no podemos permitir que un niño de 12, 13 años esté vagando por la calle. Así que sí,、claro. tuvimos que hacer. Nos quedamos un poco de guardia, algunos jefes de e s t u d i o s algunos profesores, los asesores de control y sí, lo estuvimos organizando. O sea que tanto profesores como alumnos sí que habéis podido dormir en casa. Sí, ya te digo que la, la, el último niño a las 12 menos cuarto、eh, vino su padre a recogerlo, ¿vale? Y los dos profesores que se iban a quedar aquí a dormir, al final a las 12 menos cuarto se marcharon a casa.、Eh, en principio, todo el mundo. ¿Y hoy el panorama cómo lo e s Pues, hombre, la Comunidad de Madrid a, ayer a última hora dictaminó que hoy es un día no l e c t i v o que los centros educativos están abiertos. Me imagino que por un tema de conciliación. Pero en principio lo que estamos haciendo ahora mismo, que son las 8 y 25, es que los alumnos que han querido venir y que pueden venir a clase están asistiendo, van a asistir. No hay actividades l e c t i v a s como tal. No, se han suspendido los e x á m e n e s p o r ejemplo, de segundo bachillerato, no hay clase como tal normal, pero los chicos que vengan, pues lógicamente, les vamos a atender, les agruparemos.、Eh, p、pues, Si serán cosas un poco más、eh, dinámicas, jugarán un poquito al fútbol o a lo mejor leerán algo, ¿no? pero en principio, todo el, todo el alumno que quiera venir al centro tiene derecho a venir al centro. Había, Carlos, también confusión entre los chavales por si tenían que venir o no a los centros, porque, como nos decía el jefe de estudios, la Comunidad de Madrid suspendió la actividad l e c t i v a Así que a algunos, unos 30, han venido los alumnos en grupo, solos o con sus padres. Tenían además hoy previstas las pruebas de nivel en estadística y en otras competencias de la Comunidad de Madrid, que ya han quedado canceladas finalmente, pero los chavales han podido entrar en el centro. Decían los profes que, como son poquitos, unos 30, y como no puede haber actividad l e c t i v a como tal, pues no. A lo mejor les agrupa, no les ponen a jugar a la pelota. A una chica de segundo bachillerato directamente le han recomendado a la puerta que se vaya a su casa a estudiar. Gracias, María. Esta es la situación. En el día siguiente, ir intentando o ansiando todo, recuperar una cierta normalidad. Cierta normalidad, porque ya venimos contando que, sobre todo en el transporte público, las、eh, consecuencias del apagón todavía siguen siendo. Muy notables.、Eh, son las 9 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida os doy la palabra a los contertulios de este programa, pero antes tengo que hacer una pausa porque esta sigue siendo una radio comercial. Una radio comercial con algunos mensajes para los oyentes. Por ejemplo, este Borja, que es un mensaje del BBVA, es para accionistas del Banco Sabadell con este asunto que se llama Un Banco que Suma. BBVA ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar.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 d í a s a todos yo soy uno de los cientos de, de personas que ayer se quedaron atrapados en un ascensor por suerte los vecinos estuvimos pues esperando en la calle durante una hora Ya como veíamos que no, no venía a la luz, tuvimos que, pues con mi marido, m i h i j o que son fuertes, con una silla, bajar y subirles a pulso, subirla a pulso hasta, hasta un quinto piso. Vamos, e l p a s o fatal porque pensaba que se caía hacia adelante, hacia atrás. Pero bueno, lograron, gracias a mi marido y a mi hijo, subirle al quinto piso y fue todo una odisea. 6098-31034, asunto de apagón. Los oyentes de este programa, si nos queréis ir contando cómo lo habéis sufrido, pues para eso estamos.、Eh, se sentirán muy、eh, identificados con estos dos mensajes que acabamos de escuchar.、Eh, las, las personas y las familias que en Valencia os acordáis, como consecuencia de la Riada, se quedaron, bueno, se quedaron y muchas de ellas siguen sin ascensor. Con la complicación que eso supone. No, no solo cuando te quedas encerrado en un ascensor, ...diez minutos se le hicieron eternos a este oyente nuestro. Imagínate si has estado varias horas en el ascensor y también para aquellas personas que necesitan el ascensor para poder desplazarse o subir hasta y bajar de sus pisos, porque son personas que van, por ejemplo, en sillas de ruedas o que tienen problemas de movilidad. Los ascensores. En la tarde de ayer en el programa especial me contaba una empleada del, de una empresa de ascensores cómo se personó físicamente el director de una residencia de mayores. Que no conseguía comunicar, porque las comunicaciones telefónicas han estado como han estado, no conseguía comunicar con la empresa para avisar de que en su residencia se había para el ascensor también y había mayores que se habían quedado atrapados, y se fue él caminando hasta la empresa para avisar y pedir que vinieran. A sacar del de, ascensor a todas esas personas. Trabajo que se hizo en todos los lugares de nuestro país, pues a cargo en muchos casos de los bomberos y de las empresas especializadas en los ascensores.、Eh, con tertulios de este programa, enseguida vais a, poner, vais a poder contarme cómo estáis viendo、eh, todas. e s un poco esperando a Godoy, empieza a ser esto. ¿eh? Situaciones que venimos contando. Pero es que esta, esta mañana protagonistas, sobre todo, son los, los viajeros. q u O ayer se quedaron atrapados en los trenes,、eh, han, han sido evacuadas, creo que son 30.000 personas. De, claro, los, los trenes. Todos se pararon de, de golpe. Todos los trenes. Significa que hubo que evacuar de los, a, a todos los viajeros. Ya hemos contado que lo más complicado fue los trenes de alta velocidad. ¿Por qué? Pues porque los trenes de alta velocidad, parados en cualquier lugar del trayecto,、pues、primero u e s p hay que llegar hasta donde se han quedado parados. Y luego ver cómo se traslada a todos esos viajeros hasta las estaciones para que puedan reanudar a lo largo del día de hoy、pues、los viajes que estaban realizando. Y en este recorrido que estamos haciendo por las estaciones de nuestro país, nos vamos a acercar hasta Valencia y hasta la estación Joaquín s o r o l d o n d e está siguiendo las incidencias y los testimonios de todos los viajeros Amparo Piqueres.、Eh, Amparo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Cuéntanos. Bueno, pues sí, aquí en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, desde las seis de la mañana, el trasiego de viajeros que tenían que coger hoy un tren se entremezcla con aquellos que han tenido que pasar la noche debido al apagón. A las seis y media de la mañana salía ya el primer AVE y las líneas de alta velocidad y larga distancia en la comunidad valenciana se han reanudado sin ninguna complicación. Tienen prioridad, eso sí, los pasajeros que ayer no pudieron llegar a su destino, pero los que tenían previsto viajar hoy también llegan aquí a cuentagotas a la espera de que salga su tren. ¿Yarli? v i vengan e día y nos, nos contaba esta mañana que confía en poder llegar hoy a Madrid para viajar mañana a su país. Desde ayer a las 10 de la mañana estamos aquí y vamos para Madrid. Teníamos la salida ayer a la una y media. Tenemos un vuelo para Colombia para mañana. Esperamos que todo hoy se resuelva. Alex vino a Valencia ayer por trabajo y dice que la noche aquí se ha llevado mejor gracias a la ayuda de Cruz Roja. Pues bueno, un poco de frío, el suelo la verdad que no es muy cómodo, pero la Cruz Roja se ha p o r t a d o muy bien: comida, bebida, mantas. El Renfe nos ha dicho que con el mismo billete de ayer, en el primero que salga, nos podemos meter, porque nos han dicho que somos prioridad nosotros que estuvimos aquí. En cuanto a los servicios de cercanías, se recuperan las circulaciones aquí en la Comunidad Valenciana con servicios reducidos y ciertos retrasos en la C2 y la C6, mientras que en la C1 se encuentra sin tensión en el tramo entre Silla y Gandía. Decirte, de Carlos, también que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el 100% del suministro eléctrico ya está repuesto aquí en la Comunidad Valenciana. Pues será una gran noticia para el Partido Popular Europeo que celebra su cumbre en Valencia, como sabemos, desde esta jornada. Nada de hoy y, y en el que creo que lo abre el Congreso, lo abre el señor Mazón, precisamente, presidente autonómico.、Eh, bueno, esto en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, vamos hasta la estación de Atocha de Madrid, desde donde parten ya los trenes de alta velocidad en aquellos recorridos o trayectos en los que está recuperado plenamente el servicio y de donde parten la mitad de los, parten y llegan, la mitad de los trenes de cercanías. La estación de Atocha tiene de todo, como. Seguramente saben los oyentes de toda España, que tiene línea de alta velocidad de media distancia y también de cercanías. Con todas las complicaciones que venimos contando y también con la circunstancia excepcional de que esta estación, durante esta noche, ha sido el lugar para dormir de familias que no habían podido llegar hasta sus destinos. Y allí continúa un equipo de o n d a Cero, con José, Luis Martínez,、eh, Vicent, con José Luis Pérez Vicent y con、eh, Margarita z a b a l a Le cambia el apellido a Pepe Lu, pero él me perdona. Pues, hay confianza. Buenos días, Marga, ¿cómo estáis? Muy buenos días,、eh, Carlos. No sé si te va a perdonar porque por la cara que he puesto, pero te cuento. Aquí es, de momento. e s i a que tiene tampoco te. Muy profesional, gracias a él estamos sonando. Mira, te cuento, Carlos. Aquí la verdad es que ya quedan pocos restos de, de lo que ha sido esta noche, que ha sido muy larga para muchos de los que hemos hablado durante esta noche. Nos han contado que no les ha faltado agua, les han traído sándwich. Que hasta la OMME les ha traído caldito, que han agradecido, pero aún así bueno, pues ha sido un periplo bastante intenso, importante para muchos de ellos, porque nos han contado bueno, que han estado recorriendo, ...pues algunos, por ejemplo, les han parado en Girona hasta que han llegado aquí.、Eh, Lo que han tardado, han estado en varios sitios, hasta en un, varios vagones de tren, en entrevías, incluso nos han contado, hasta que ayer, al ejemplo, sobre la una de madrugada, llegaron aquí a Atocha y una vez aquí, sí, efectivamente, y por ejemplo, una, una oyente nos ha parado para decirnos que. Eh, agradecen que les han tratado、eh, muy bien. Ahora lo que pasa es que están las dudas sobre los que ayer no pudieron viajar y qué va a ocurrir. Efectivamente, tienen prioridad los que están aquí en Atocha. Algunos sí han conseguido billetes, otros nos cuentan que no.、Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Que tienen que pasar otra noche más aquí en Madrid y en este caso siguen. Contándonos que siguen denunciando que los billetes, o sea, los、eh, alojamientos están por las nubes, con lo cual les v a a querer hacer mucho más el trayecto.、Eh, y luego, bueno, pues los que están esperando que salgan, efectivamente están saliendo sin ningún problema desde aquí, desde la estación de Atocha. Y al final, m e e n t bueno, hay algunos incluso que han decidido volverse en autobús porque no les daban a otra opción. Y bueno, Carlos, aquí de momento lo cierto es que para ser la estación de Atocha. Hay absoluta normalidad, casi hay más gente, por ejemplo, con chalecos amarillos para dar información. Veo gente con algunas maletas, pero en general el ambiente es sorprendentemente de mucha tranquilidad. Gracias, Margarita Zabala. Gracias,、eh, José Luis Pérez v i c e、eh, n t por esta información. <risa> Te lo a g r a d e c e Por la información que venimos、eh, facilitando a los oyentes desde que ayer empezamos a tener la, la constancia y la seguridad de que algo verdaderamente inédito, insólito, había sucedido. Y que ha tenido consecuencias pues, de todo tipo, como usted ve.、Eh, es verdad que al final ya, ya os pido criterios. Y ahora, ya, ahora sí que sí.、No. A los cuatro t é r m o s de este programa. que...、Eh, Eh, bueno, Marta García, ayer estuvo cuatro horas en un atasco. Esto es, es, sí, es. como tantos otros. Pero digo, para lo que. Si, si nos hubieran dicho hace una semana, imaginad que en España un día se va la luz en todo el país y tarda, por ejemplo, doce horas en volver el suministro Entonces las ciudades se quedan sin semáforos. Las comunicaciones no funcionan, nos quedamos sin cobertura de teléfono móvil, nos quedamos sin internet. Os imagináis la que se lía. Pues efectivamente y e se l i ó en España, pero para lo que podía haber sido, por ejemplo, en materia de circulación en las grandes ciudades, oye, hay que quitarse el sombrero ante los automovilistas que sin los semáforos, sí, a pesar de que no hubiera semáforos, pues hicieron lo que pudieron y mal que bien, al final la mayoría de la gente pudo llegar a sus destinos. A También depende del, de qué día y qué hora, ¿no? O sea, yo pensaba, si esto ha pasado un 28 de abril, y menos mal, porque a lo mejor la situación habría sido distinta si hubiera ocurrido un 28 de enero o un 28 de julio. O sea, ayer crucialmente. Viernes, buena, ayer crucialmente, buena parte de España no dependía ni de bombas de calor ni de aire acondicionado para pasar el, el día. Y también, qué suerte que ocurriera a las 12 y media de mediodía y no a las 9 de la noche, por ejemplo. Porque un apagón de esas características ya por la noche, ahí sí que creo、eh, que las circunstancias o las reacciones puede que hubieran sido muy distintas o que se hubiera alargado precisamente hacia la noche. O sea, el, sí, está bien reivindicar el, el civismo y la reacción pues, de、eh, también agentes de, de, de la autoridad y Cruz Roja, etcétera, etcétera. Pero también creo que la, la línea que separa el civismo del descontrol creo que también es, es bastante fina, como creo que se nos recordó ayer. n o Yo también pensaba cómo en, en situaciones como esta, uno inmediatamente gira hacia lo cercano, n o hacia lo inmediato, hacia pues, dónde están los niños, qué necesitamos, etcétera, etcétera. n o Los vínculos, los apegos, los instintos fuertes. Pero sobre todo en ese momento de desconexión, creo que también es muy importante la relación que tenemos con las instituciones, la fe, la confianza que tenemos en las autoridades. n o O sea, Nosotros en ese momento estamos preocupados por los nuestros y por lo nuestro. Pero sabemos que en algún lugar del país, en algún edificio oficial, en alguna sala, entendemos que hay adultos reunidos para intentar resolver el problema intentar resolver la situación en la que nos encontramos todos. ¿no? Claro, el ciudadano que ha visto cómo el sistema reaccionó ante la DANA o cómo el sistema reaccionó ante la pandemia, claro, yo creo que tenía razones más que justificadas ayer para sentir cierta inquietud. Ante quiénes estaban en esa sala, por qué estaban en esa sala, si en esa sala realmente estaba reunida la gente más competente, la gente que mejor podía resolver el problema, o si quizás estaban ahí pues, mostrando el mismo nivel de competencia que se mostró en el CECOPI en, en Valencia durante, durante la DANA. ¿no? Y yo creo que ante esa inquietud, Creo que es razonable del, del ciudadano, porque es que, claro, el, el, la colonización y el uso partidista de las instituciones también importa en momentos como este, cuando llega una crisis y el ciudadano tiene que confiar en sus instituciones, pero a lo mejor esa confianza se ha, venido, se ha visto minada durante los años anteriores. n o、sí. Pues a esa inquietud yo creo que contribuyó luego pues la inquietud de esto que estamos llamando el, el apagón informativo. n ¿no? o sea, O Sobre lo de Pedro Sánchez, oye, si no sabe qué ha ocurrido, pues no sabe qué ha ocurrido. o ¿no? n Pero precisamente si no se sabe, o sea, si no podía aportar certeza sobre lo que pasaba, pues entonces no se entiende por qué no compareció antes. n o、eh, Si no vas a aportar así una explicación, al menos recuerda que estás ahí y que efectivamente esa sala con esos adultos está, está ahí y está reunida. Sí, pero es la ¿no? única expresión del gobierno. O sea, que podían habernos、eh, tranquilizado, o lo contrario, con otro ministro. Eh, a mí me parece que esas seis horas que transcurre n son demasiadas y que participan del estado de incertidumbre en lugar de resolverlo o de sofocarlo. Porque efectivamente nada de lo que dijo no podía haberlo dicho antes. No complicó nada su discurso ni comprometió nada.、Eh, de hecho, una alusión, la más inquietante de todas, fue a la OTAN. ¿no? Cuando habla de la OTAN empieza uno a despertar cierta angustia pensando que la hipótesis de ciberataque que con mucha ligereza lanzó Juanma Moreno, muy pronto. Trasladaba una sensación de incertidumbre. El gobierno podía haber serenado esa incertidumbre. No lo hizo、eh, por el tiempo que transcurrió, no lo hizo porque no compareció otro ministro antes para mandarnos mensajes,、eh, todos los escépticos que pudieran ser con la información de que se disponía. Y a todo eso se añade que estaba anunciada una comparecencia a las nueve y media de la noche, nueve y media. Y no se produjo hasta las 11.、Eh, creando otra vez esta idea de. Bueno, si, si nada de lo que se nos va a decir es relevante, porque no es relevante el hecho de comentar que todas las hipótesis están abiertas, pues si、sí. todas las hipótesis están abiertas, denos mensajes más tranquilizadores antes. ¿no? Sí, has dicho la, la parte más inquietante del mensaje oficial, que sin duda fue ese, pero la más cómica fue estar seis horas y media esperando para algo de información oficial. Información oficial que. Os comento ya la parte más, más、mmm, cotidiana del asunto. Eh, yo conseguí oír porque abordé a una señora en mitad de la calle en mi barrio que iba en un transistor escuchando al SINA y le paré, por favor, por favor, tra trabajo ahí, le importa que escuche un momento. El puto porque amo. ¿eh? Porque o sea, era imposible acceder a ningún tipo de información oficial sin electricidad, sin、eh, internet, sin absolutamente nada. Y lo que dice el presidente, en, en lo que destaca como uno de los mensajes principales, es regañar a la gente diciéndole que solo atienda información oficial. ¿Pero qué información oficial? Si no había información oficial. Y la que están dando no, no, no, no despeja ninguna incertidumbre. Ni seis horas y media después de que empiece el apagón, ni diez horas después de que empiece el apagón. ¿Cómo? Si no la tienen,、eh, es, es, es muy inquietante. Es desde luego muy inquietante. Pero podrían empezar por ahí. O sea, desde luego se podía v e r Entiendo que, que comparezca el presidente y no ministros, y, se, y en caso de crisis como esta se centralicen los mensajes. No entiendo que no responda a preguntas de periodistas, que puede ser muy tranquilizador y ayudaría si quienes elaboran los mensajes no son capaces de, de, de, de dar con la información realmente tranquilizadora, que dejen a los periodistas que hagamos nuestro trabajo, que son las preguntas. No se permitió ninguna pregunta, y si no había respuesta, se podía decir ahora mismo no tenemos respuesta a esa pregunta. Preguntas hubieran sido mucho más tranquilizadoras. No se permitió. Eh, y lo que se estaba diciendo a la gente parecía un, un, un copiapega mal hecho de, de crisis anteriores como la pandemia. El de dejen de difundir bulos. Pero、sí. si la mejor manera, ya sabemos, de evitar que se propaguen los bulos es、sí. dar información、eh, a menudo y transparente. Que cada hora hubiera un comunicado oficial diciendo sí,、eh, cuánta gente ha recuperado la electricidad、eh, y, y demás. Ni siquiera hubo, hubo eso. Y entendemos, ¿cómo no lo vamos a entender?, que estamos ante, ante algo. Increíblemente anómalo que no se ha producido nunca y siempre que pasa eso hay que ser comprensivos con, con, con el d e s c c o n i e r t o l l o Haber d i r e c t r i c i a bueno, como estructura privada, como diciendo, cuidado que esto no tiene a que ver si con si nosotros, nosotros, no, no, la gente. Si había maneras de tranquilizar a la gente mejor. ¿Quién ha nombrado? Tranquilizaba más salir a la calle y ver que efectivamente en una calle en la que no funcionan los semáforos, los coches se paraban en los pasos de cebra y los peatones podían circular con normalidad. Que la gente en los supermercados,、eh, al menos la que yo vi, tenía todo el civismo. Que la gente, bueno, pues. Estaba ahí para poderle calentar a alguien el biberón si no tenía a dónde. O sea, yo veía en la calle algo mucho más tranquilizador, efectivamente, porque era todavía de día, como decías、sí, ahora. Y una tarde espléndida. Sí, pero ojo, porque si hubiera parques, sido por la noche,、sí. como decías, no hubiera pillado a, a tanta、claro. gente a tantas horas desplazada de sus domicilios. Que、tranquilo. poder llegar a casa cuando, cuando tienes que volver andando y estás a seis horas、eh, y muchos kilómetros hizo que para mucha gente fuera un auténtico sí, trastorno. No, y no solo la t r a s f o r m a Ciudades. También, por ejemplo, los que se quedaron atrapados en el túnel de Pajares o en otros muchos sitios de España donde no hay M30, no hay metro, pero se podían quedar atrapados en muchos sitios. s p i l a r y Paco? Sí, el shock, Paco a ver, el shock de ayer fue precisamente que nos pilló a todos haciendo lo que hacemos en un día absolutamente normal: los trabajadores trabajando, los niños en el, en el colegio, el, el transporte、eh, funcionando y los periodistas informando. El, el shock fue ver cómo no podíamos seguir haciendo nuestro trabajo. Cómo、eh, a mí me sorprendió de mí misma ver que la electricidad iba unida al, a la propia conexión del teléfono móvil, porque quedarnos sin luz bien, pero quedarnos sin poder llamar a las fuentes de Moncloa, llamar a las fuentes de la comunidad de Madrid,、eh, saber qué estaba pasando fuera para poder contarlo.、Eh, a mí ese blackout, incluso personal, profesional, como periodista, que tardas unos momentos en decir, pero cómo voy a, solver, cómo voy a solucionar esta situación hoy, dónde cargo el móvil、eh, y cómo informo, cómo informo a la gente, ¿no? Eh, creo que, el, que la hora efectivamente salió muy bien, pudiendo haber salido, haber salido muy mal. Creo que el civismo fue, fue fundamental. Ese recuerdo, además, esa sensación tan terrible del revival de la, de la pandemia. Cuando no funciona nada y dependes del taxista que te confía el bizum del, del día siguiente, llenar el taxi de gente porque no hay suficiente, recoger a gente por la calle、eh, para poder echarle una mano. Yo conseguí, como Marta, tardé dos horas y media en hacer un trayecto de 20 minutos desde la zona de Prado del Rey al Congreso. Una diputada me dejó 20 euros por la calle por si luego tenía que volver a casa por la noche y no podía. El taxi de mediodía se comprometió a ir a por sus hijos al colegio y volver por la noche si necesitaba para、eh, por si s e Yo haciendo la cobertura, me dijo: Yo a las nueve de la noche, como sea, estoy, estoy aquí. Luego ya pude contactar con él. Y esa sensación de apocalipsis de ver a la gente con maletas a las ocho, nueve de la noche por, el, por la zona de, de Atocha, buscando hoteles que no tenían habitaciones y buscando refugio donde, donde era muy difícil para los ciudadanos saber dónde se podían quedar a dormir. Las estaciones estaban abiertas, es cierto, pero había, yo vi gente, familias con, con hijos, con las maletas, buscando no dormir en una, en una estación. n o Eh, en fin, la, la, la experiencia personal, cada uno tenemos la, la que tenemos.、Eh, supongo que la de las familias, lo más importante era llegar a casa y poder, y poder ver que todo el mundo estaba, estaba bien, y la, y la profesional es distinta. ¿no? Yo esta mañana repasaba con esa pérdida de sensación, de noción del tiempo, es,、eh, porque la sensación que tenía es la de, es la de todos. ¿no? Esto no puede pasar en este país, todavía no sabemos. q u e ha causado、sí. eh, el, el gran apagón, por más expertos que, que escuchamos, y la comparecencia para tranquilizar a la ciudadanía, yo creo que tenía que haber sido antes. Repasando el, el canal de la Secretaría de Estado de Comunicación. Es cierto que a las dos de la tarde se dice que el presidente está en, en Red Eléctrica viendo qué ha pasado. Y es cierto que a las tres de la tarde、eh, se dice que está en el Consejo de Seguridad Nacional. Y a las cuatro se dice quién compone ese, ese Consejo. A las cuatro de la tarde es la primera vez que salió el director de operaciones de Red Eléctrica explicando lo que todavía no tiene, lo tiene explicación. Porque dijeron qué ha pasado, pero no el por qué, el por qué ha pasado.、Eh, Y el presidente salió a las seis y media de la tarde en una comparecencia que es prácticamente idéntica a la, de, a la de la noche. Repitió dos veces: las hipótesis siguen abiertas. Y entiendo que es Red Eléctrica quien tiene que dar la información de por qué se cae, por qué se pierde y cómo se llega a ese gran apagón. Eso todavía no lo sabemos, eso tienen que despejarlo hoy. Hay un Consejo de Seguridad Nacional ahora mismo, están reunidos y, y Red Eléctrica tendrá que decir por qué ha colapsado el sistema cuando nunca en la historia de España había colapsado. Y esa pregunta todavía sigue abierta. Paco. Bueno, a mí es, me parece asombroso. Somos un país de borregos, ¿no? Es decir, es una situación tan escandalosa lo que ha sucedido, ¿no? Estamos hablando de una compañía que tiene el monopolio del suministro del tema eléctrico, ¿no? No son las c o m p a ñ í s son ellos los que controlan la red. Tenemos una presidenta e esa compañía que gana 600.000 euros al año. 600.000. Es la. Presidente o presidente de una compañía pública con una re retribución más elevada. Digo para que la gente sepa de qué estamos hablando, donde hay expertos de primer nivel. Ninguno de los que somos aquí somos ingenieros, yo no soy ingeniero,、eh, no me ha dado tiempo a hacer un Wikipedia, que es lo habitual en estos casos y tal. Pues no, no, no, dicho irónicamente. Si yo no soy experto en tema de ¿vale? ley, e s tengo como vosotros un cierto sentido común. ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que no ha sido un maremoto, no, no ha sido un terremoto, no ha sido una dana, sino que ha sido un fallo del sistema. Sistema eléctrico, ¿no? Y hay un gobierno, es decir, porque esto no es、oh, el destino, Dios lo ha querido, no, no, es que hay un gobierno que además、eh, hay un apagón informativo, una secretaría de Estado de Comunicación que mejor que ni exista, ¿no? Porque、si、lo único que sirve es para hacer una agenda y decir, oye, el presidente comparecerá y comparece siempre más tarde, que es otra cosa que hace Sánchez, que a mí me llama la atención. Cuando vas a ver al rey, el rey dice a las cuatro y te recibe a las cuatro, no tienes que estar ahí esperando. Aquí nos hemos acostumbrado que Sánchez. Ya hace lo que le da la gana y te recibe、eh, cuando quieres, sin preguntas, por supuesto, porque no tenemos los periodistas derecho a preguntar a su excelencia el jefe, ah, no, que no es el jefe del Estado, es el presidente del gobierno. Es que una, una cosa de verdad, y la inacción de los medios, claro, como hay tanto medio que cobra tantísimo dinero de la Moncloa, pues, ¿cómo se van a enfadar y hacer un boicot? Porque lo tendríamos que hacer los periodistas y decir, mira, no, es, es una comparecencia sin preguntas, no nos interesa. Presidente, oiga, usted haga la comparecencia y ya veremos cómo lo damos. n o Luego, claro, que a estas alturas no sepamos qué ha pasado. A mí me parece asombroso, de verdad, sinceramente, ¿no? además todo está. Yo cuando lo escuchaba como vosotros ayer, diciendo, oiga,、eh, infórmese por vías oficiales, ¿no? Oiga, ¿qué hacemos? Solamente vamos a hacer Tele PSOE, Radio PSOE y la, el canal de información de la, de la Moncloa o lo que el millonario Contreras quiera organizarnos para que estemos bien informados. Yo, como vosotros, pues estuve en todo. Sí, me tocó hacer un poquito de todo, ¿no? Pues encontrarme con el apagón en el periódico, e n el edificio del Planeta, todos h a y Viendo a una persona en un ascensor, luego por la tarde tenía una cena, pues tener que dejar el coche tirado en la calle Alcalá y ver toda la riada humana tan impresionante, o yendo por el, el distribuidor de Avenida de América con la gente en la calle, la policía estableciendo cordones, etcétera, el civismo espectacular, por supuesto, ¿no? Luego, pues no voy a negar que pensé, vas a tener que caminar, porque como dejé el coche tirado para poder llegar a, a donde había quedado, al lado del Congreso, pensé, de noche por Madrid, las. Calles oscuras, ¿no? porque claro, eso no estás acostumbrado que las principales calles de Madrid, yo puedo hablar de Madrid porque no estaba en Barcelona o en otros puntos, ¿no? pero claro, a estas alturas deberíamos de saber q u é ha sucedido. Eh, y plantearnos si hay riesgo de que vuelva a suceder y para tener un gobierno. Yo, cuando vi también el Consejo de Seguridad Nacional, este, ¿no? los que habían, digo, bueno, pues si ninguno sabe nada de, la, de lo que estamos hablando, es, es decir, de verdad, es, que, es decir, quién sabe algo de todo s eso, es salvo que, los militares.、Eh, has sacado, Paco, también una cuestión que yo creo que es importante. ¿no? O sea, una cosa es esto de qué confianza tienes en que las instituciones van a responder bien a una crisis, ¿no? Pero luego está la cuestión de qué confianza tienes de que las instituciones van a sacar las lecciones correctas de una crisis como esta y luego van a. a p Las i c r l a medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Y en esto, de nuevo, yo creo que la experiencia reciente, y creo que el caso más evidente es el de la pandemia, pues nos lleva a ver con cierta sospecha la capacidad de nuestras élites, la capacidad del sistema de tener el pensamiento lo suficientemente generoso y suficientemente de largo plazo. Como para decir, bueno, yo a lo mejor no voy a conseguir muchos puntos políticos, no voy a abrir un telediario、eh, cambiando un poco、eh, cuestiones del suministro eléctrico, del mix energético, lo que sea, pero es lo necesario para que esto, algo como esto, no vuelva a ocurrir. n ¿no? Pero aquí también, cuando hablamos de cómo reacciona la opinión pública, claro es que, como hemos visto en las entrevistas, es que esto son cuestiones muy técnicas. No, muy muy técnicas de las que la inmensa mayoría de nosotros、sí. no sabe nada y que incluso cuando te las explican、Pero、es hay algo, difícil. Hay algo muy sencillo、eh, que todavía y que será lo que podamos entender、eh, todos los que no sabemos cómo funcionan las centrales combinadas: s que e es, es por causas、eh, externas de otro país, un ataque para entendernos, es una negligencia. De, de alguna persona o es un fallo del sistema.、Sí. Es un fallo técnico,、sí. humano Marta... o es un ataque. Esa es y esas tres cosas están、sí. todavía sobre la mesa. Todavía no, no han sido capaces、eh, las autoridades de descartar ninguna de ellas. Y otra vez, ¿qué modelo <risa> energético tenemos?、Eh? Porque la asistencia que nos ha prestado Francia y Marruecos obedece precisamente a la anomalía de una isla energética. Que cuando es,、eh, sufre un colapso como este no tiene capacidad de reacción. Bueno, dejadme que incorpore el testimonio de alguien que, que aquí cada uno ha contado cómo le fue en el día de ayer la llegada del apagón, pero alguien que lo ha pasado bastante peor que cualquiera de todos nosotros, porque le sorprendió el apagón en un tren que había salido a las 11 de la mañana de Málaga, camino de Madrid. Y estamos en las 9 y 36 del día siguiente. Del día siguiente y、eh, continúan en ese. Bueno, no sé si ya les han evacuado del tren o esperando a que el tren pueda volver a ponerse en funcionamiento. Voy a saludar a Gonzalo que se encuentra en Villanueva de Córdoba.、Eh, buenos días, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas personas estáis ahí ahora mismo? Pues、eh, me Realmente, cuando salió el tren éramos unos 500, 600. Pasa que hubo un montón de gente que, pues, viendo la inoperancia que no había nada, pues, se fue por su cuenta a su destino. Pero yo calculo que seremos unas 300 más o menos. 350. Vale, 350 personas que salisteis,、eh, ayer, más o menos. salisteis ayer de Málaga a las 11 y pico de la mañana queriendo llegar a Madrid. 11 y cuarto. 11 y cuarto.、Sí. Eh, 12 y 33 se produce el apagón y el tren se para en ese momento、sí. donde estaba. Sí,、eh, el tren,、eh, cuando paramos en Córdoba y a unos 80 kilómetros de Córdoba, el tren empieza a perder poco a poco la velocidad, se va parando por inercia y se para. Entonces nos comunica la compañía que es una parada, que creen que es una parada técnica y que esperan solucionarlo lo más rápido posible. Entonces, cuando pasa más o menos la hora, ya nos vienen diciendo que creen que ha habido un apagón general y que,、pues nada, y que eh, abrieron las puertas del tren y estuvimos parados pues, hasta las 12, 12 y media, a una. Que ya parece que vino la luz al tren y nos trajeron aquí a Villanueva del Pardillo, de Córdoba perdón, porque dijeron que no había、eh, red eléctrica suficiente para llegar a Atocha. Entonces pasamos la noche ahí. O sea, o sea、eh, fue posible que el tren se moviera desde donde se había quedado parado hasta,、sí. como h a s dicho, Villanueva de Córdoba. Villanueva de, Villanueva de Córdoba. La, la Córdoba. estación de Villanueva de Córdoba. Y ahí habéis pasado、porque、la noche. Dicho... La... Sí, dime, dime. Sí, hemos pasado la noche, sí. Hasta ahora, las, hace una hora que nos han comunicado la compañía que están trayendo la tripulación para llevar el, el tren a Tocha. O sea, el tren sigue ahí.、Eh, vosotros estáis en la estación, sí, el, sí, tren el tren sigue ahí. ahí sí, que, sí, el tren está parado. ahí o Y lo que hace falta es que alguien lo mueva. ¿o? Sí, están trayendo tripulación para, para llevar el tren, porque por lo, me imagino que serán motivos de seguridad. Porque los maquinistas no han descansado lo suficiente y será, me imagino, que medidas de eso, de seguridad. Claro, Porque vi... tampoco nos han dicho nada, solo nos han dicho eso. ¿Y habéis dormido todos en la estación como buenamente habéis podido? Hemos dormido en... todos en el tren, todos metidos、ah, en el v a g ó n del tren, en la estación, sí. ¿En, est en el tren? ¿Parado lo el tren? p o único, estación, pues,、vale. parado el tren y lo único que nos han suministrado un, una esta de comida a la, las personas del trabajador de la vía a través de la Cruz Roja. O sea que la, las. La comida. La comida la, la, la ha llevado o la ha proporcionado Cruz Roja. bueno, como, como hemos... Cruz Roja y nos la han entregado los trabajadores de aquí de la, de la estación. Sí, sí, como hemos、eh, escuchado también en la,、sí. en, la, en la estación de Atocha.、Eh, bueno, y entonces ahora estáis esperando a que, llegue una, a que envíen una nueva tripulación.、Eh, ahora que、sí. ya se ha, se ha restablecido la luz, es decir, la única dificultad, lo único que falta para que podáis terminar vuestro viaje, larguísimo viaje, es decir,、sí. eh, es sí, que llegue que la, tripulación la tripulación y que podáis llegar a Madrid. A, sí. Hacer lo que teníais que haber hecho ayer en Madrid. o sea que igual...、Sí. igual. Y luego, si me dejas decirme, a mí me gustaría, sí,、claro. por ejemplo, dar las gracias a los, a los vecinos de Brazzatortas, que han sido, la verdad, que han, han estado ayudando un montón, porque cuando nos quedamos allí tirados, nos facilitaron comida, bajaron con los coches, trasladaron a la gente mayor, a la gente embarazada, y fueron, la verdad, que se portaron muy, muy bien con la gente.、Ajá. Fueron los que realmente han ayudado bastante, ¿eh? porque nos quedamos ahí tirados. Eh, cortaron por lo visto la verja, bajaron, ayudaron, trajeron comida, trajeron agua, ayudaron a la Guardia Civil. O sea, se portaron muy bien. ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, tú, tú, vienes en, tú vas i e e n s v para Madrid,、eh, vas de viaje de turismo, tienes obligaciones profesionales. Sí, yo cogido, iba de turismo a Málaga y ahora me volvía、pues、ya porque tenía que trabajar aquí en Madrid, vivo en Madrid de hecho.、Ya. O sea, has faltado un, un día al trabajo. Bueno, el día de hoy, claro. Sí, f a l t a un día al trabajo el de Tien, hoy. sí. Tienes disculpa, ¿no? Tienes, o sea, te... Sí, no, ya me he puesto en contacto con mi responsable si no hay ningún problema. Faltaría más. Sí, sí. ¿Qué responsable? Faltaría más, sí, <risa> pero que, no, que sí. no pasa nada. Bueno, Gonzalo, gracias por habernos contado vuestra situación. 350、sí. personas ahí esperando en Villanueva de Córdoba a que llegue la tripulación para que el tren pueda regresar.、Eh, bueno, pueda llegar a donde ayer no pudo llegar, que es a Madrid. Cuídate mucho,、sí. Gonzalo, gracias. Muchísimas gracias, un gracias, abrazo a todos. Gracias, un abrazo también. h a s Tengo a l u g o t e que hacer una pausa,、eh, muy cortita, ya lo veréis, y enseguida continuamos escuchando los testimonios de los afectados que somos todos, algunos más que otros, es verdad. Bueno, no es que estén más afectados, es que dependiendo del pillo e l apagón y haciendo qué, pues. Tu situación se ha prolongado más o menos. Situación de una enorme precariedad, que es la que hemos vivido en estas últimas horas en todo nuestro país. Una pausa y a la vuelta hablamos de eso y de la actualidad económica de este día, porque ha salido el dato del, del PIB. La economía española sigue creciendo. Ahora lo c o n t i g o Vamos, vamos, <risa> vamos. Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina. Bienvenido al hogar. Nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger en mi casa? Claro, para eso estamos.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 ¿Tú has encontrado algún problema? Hola, buenos días. Me llamo Daniel y vivo en Sevilla. Ayer la circulación fue un caototal. s No había ningún tipo de policía que estuviera regulando el tráfico y las grandes avenidas se convirtieron en atolladeros donde únicamente estaban funcionando las ambulancias y poco más. Gran parte de nosotros tuvimos que desplazarnos a nuestras casas andando. Yo tardé alrededor de una hora y 50 minutos más o menos. A pleno sol, porque ayer en Sevilla hacía bastante calor y fue bastante curioso ver cómo la gente se arrimaba a, la, a las pequeñas tiendas, a los pequeños comercios, los desavíos, que era junto con las grandes superficies las únicas que estaban funcionando y la gente pues compraba agua, compraba provisiones, se acabó el camping en todos sitios y también fue curioso cómo la gente empezó a comprar parrilladas y demás artículos como carbón y eso para, menos que para hacer la comida por si no funcionaba nada el día de hoy. Buenos días, yo soy el. a una de esas locas que tenía un kit de supervivencia de 72 horas. Entre otros objetos y útiles, p、pues、una e s u radio a pilas y muchísimas pilas. También agua, latas. Y estando con mi hijo todo el día, llegamos a la conclusión a las diez y media de la noche que el objeto más importante, más preciado, fue la radio. Me gustó convivir con mi hijo de 20 años porque él p、pues, u es de esas generaciones nuevas que no saben ni lo que es la palabra transistor. Le encantó escucharos toda la mañana y todo el día. Me dijo, mamá, vamos a puntuar, puntuación, 10 puntos, una radio, lo más importante, y sobre todo si es con onda cero. Hola, buenos días. Soy una profesora de La Almunia, un pueblecito en la provincia de Zaragoza, que precisamente estábamos en Portugal con un grupo de alumnos realizando un intercambio de Erasmus. Nos pilló en el norte de Portugal, en un pueblo que se llama Vila Real, cerca de Oporto, y la verdad es que la experiencia fue un poco abrumadora. Pero bueno, Afortunadamente, todos estamos bien. Aquí en Portugal no tuvimos restablecimiento de electricidad en esta zona, por lo menos hasta las 12 de la noche. Los datos y las llamadas no funcionaron hasta una hora, hora y media después. Los padres, todos muy nerviosos porque no podían contactar con sus hijos, ni nosotros con ellos. O sea que entiendo que para todos fue un día muy angustioso. Sí, que lo fue.、Sí、que lo fue. El de hoy es bastante menos angustioso que el de ayer, pero todavía hay. Complicaciones muy notables en algunos sitios, como estamos comprobando algunos túneles, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que todavía no han recuperado la electricidad. El túnel de Azca me dicen que, por ejemplo, no tiene luz a esta hora de la mañana.、Eh, estamos pendientes también de los centros comerciales que abren sus puertas a estas horas de la mañana. Suele ser muy notable la afluencia de público. Por ejemplo, nos hemos ido al que tenemos más cerca, a ver, t a m poco l e voy a engañar, que es el Plaza Norte. Que está aquí está Jorge Infer, viendo cómo comienza la jornada comercial en unas grandes superficies, son varias las que hay, en este parque comercial.、Eh, De San Sebastián de los Reyes. Jorge, buenos días. Buenos días, Carlos.、Eh, pues sí, puntualmente han abierto los supermercados a las 9 de la mañana y lo han hecho con total normalidad, como si fuera un día más, porque gracias a los generadores y salvo pequeñas incidencias, no se ha tenido que tirar nada del producto, como nos cuenta Tania, responsable de la carnicería. ¿Te has encontrado algún problema en cuanto a abastecimientos, estanterías vacías? O... Hombre, sí que, por ejemplo, lo, lo típico, ¿no? El agua y todo eso, los productos básicos, sí que está, digamos, arrasado. Pero bueno, sí, abastecimiento siempre va a haber. ¿Y en cuanto, por ejemplo, a la carnicería o a la pescadería, charcutería, qué productos que tienen que ser refrigerados?、No、Afortunadamente,、bastante? aquí con el tema de los generadores eso, se, ha, se ha podido paliar, o sea que está, está cubierto eso. Si、sí, es cierto que algunos y algunas han querido acercarse a primera hora porque no sabían lo que iban a encontrarse. A Almudena, por ejemplo, la hemos pillado, nunca mejor dicho, con el carrito del helado, car con el carro hasta arriba de agua también, de otros productos básicos que son fundamentales para la supervivencia. Veo que el carro hasta arriba es. De al... agua. Es que vivo en Ciudad del Campo que no tenemos agua. ¿No tenéis agua tampoco? No, porque la bomba no tenemos canal. Y entonces ni Ciudad del Campo ni Fuente del Fresno tenemos canal. e sí, n Santo Domingo sí que hay. ¿Qué pasa? Que al, al Esta es una compra o sea, de agua normal,、uh -huh. ¿vale? Cada semana. Vale. Lo que pasa es que al pararse la. al quitarse la electricidad, las bombas han paralizado y nos hemos quedado sin agua. O sea, es agua también, entiendo, para calentar, ¿no? Y ducharos, para ducharnos, y para todo, para, para comer. <risas> Ayer terminamos con. vamos, tú, nos, limpiándonos con agua mineral. En el lugar en el que nos encontramos también hay una gasolinera que presta servicio con normalidad. Mientras tanto, decenas de tiendas esperan a abrir su, sus puertas. Lo harán en apenas siete minutos. Gracias, Jorge Infer. Tengo dos cosas más que contar a los oyentes antes de hacer una pausa de, y antes de las noticias de las 10、eh, de la mañana.、Eh, una es que el cardenal Bechu no va a ir al cónclave que empieza el miércoles de la semana que viene. Dirá usted, ¿Pero esto、no、es, sí es otro asunto ya, pero como llevamos días diciendo, ¿y qué hará Bechu? ¿Qué hará Bechu? Pues Bechu dice que él no acude. Esto es muy del día 27. Que se quita é l de en medio y así、eh, men, menos bien. <risa> o、ve. sea, que ya sabemos、eh, que cardenal no va a ser papa. 132 ya. Bueno,、creciendo. le pueden elegir aunque no esté en el c o n c l a v e Le pueden elegir. Pues d e elegir e n p u no sabemos nada, entonces, solo que no va a haber chu. Y luego, i n a c i o Rodríguez Burgos, en 5 segundos, el dato del PIB. Del pues mira, en 5 segundos te digo que el dato del PIB en el primer trimestre e l PIB español creció un 0,6%, lo que supone una décima menos que en el trimestre anterior. Supone 5 décimas menos que en tasa interanual. Al 2,8% y decirte que ya los autónomos calculan que perdieron ayer 1.300 millones de euros por el apagón. Date cuenta que el PIB lo que dice es que cada día España produce 4.600 millones de euros. Se puede reclamar eso, ¿no? Bueno,、eh, bueno pues habrá colas. Ha, hablaremos también. <risa> adiós p a Comaruenda, adiós <risa> David j i m n e z Torres, adiós Pilar Velasco, adiós Marta, Marta, adiós Carlos. Adiós, Carlos. Adiós, David, cinco minutos,、adiós. contamos las noticias de las 10. Onda Cero Madrid en OndaCero.es you、mm -hmm. Minutos de la mañana, nueve y seis minutos de la mañana en las Islas Canarias, estamos en más de uno, estamos en onda cero, iniciando ya nuestra quinta hora en esta jornada. Y como es martes, aunque sea un martes inusual, aún más inusual fue el lunes que vivimos en la jornada de ayer. Como es martes a esta hora, pues、eh, hablamos con Espejo Público, nos hermanamos con Espejo Público, con Antena 3 y con Susana Griso, que debe de estar ya a punto de saludarme y de saludarles a todos ustedes que están sintonizando la radio en este día en el que los demás medios están hablando mucho del nuestro. ¿no? Los demás medios están hablando de la ventaja que tiene la radio en una situación como la de ayer, cuando nos quedamos sin suministro eléctrico. La ventaja que tiene, es que existen todavía. Y a lo mejor este es el momento de reivindicar los transistores que, que, que decíamos, o que, es, o que llamábamos, ¿no? trans, que son los receptores de radio, pero que, que van a pilas, es decir, que no necesitan de enchufarlos a la corriente eléctrica. Para poder escuchar lo que desde la radio se cuenta. Y eso es lo que ayer permitió que muchos de ustedes en la calle donde estuvieran pudieran compartir con otras personas la información que nosotros estábamos facilitando gracias al trabajo de nuestros、eh, servicios informativos. La información que les fuimos facilitando desde que empezamos a tener constancia o empezamos a, a percibir que estaba sucediendo algo verdaderamente inusual. Y ese es y el, bueno, el trabajo tengo que aquí uno se. Uno de los objetos de deseo de estas últimas horas、Estamos、para ...estás escuchando ya, Susana...、Eh, ...bueno ¿no? pues、eh, millones de españoles.、Eh, la están viendo ustedes. Una radio de pilas. Ayer vivimos una nueva tarde de los、eh, transistores y fíjense en esta imagen.、Eh, lo van a ver ciudadanos escuchando al presidente del gobierno. Enseguida verán esa secuencia, pero. Ahora、eh, quiero primero hablar con Carlos Alsina, que fue la voz para millones de españoles a través de la radio. Carlos, buenos, buenos días. días. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, ¿cómo lo viviste tú? Yo te voy a confesar algo. ¿eh? Eh, como tengo esa pachorra que, que me tomé a Monfalo del k i t d e Supervivencia, no hice caso ni a Rubén Amón, que él dijo: Yo sí he comprado una radio,、eh, digamos que funciona con energía solar. Yo no la compré porque pensé: lo del apagón no va a ocurrir. Y ayer, que no tenía nada que funcionase en casa ni el cepillo de dientes, me cogí el coche y me dediqué a dar vueltas para escucharte a ti. Pero luego también me quedé un buen rato en el garaje de casa siguiendo con la radio para mantenerme informada. Pues. e i e n t o que lo hizo mucha gente.、Eh, sí, sí, sí. Y ya que estamos en confesiones. Yo, es, yo sí que no debería confesar esto, pero yo no tengo radio de pilas en casa. <risa> <risa> no tengo radio de pilas. En、eh, casa de Herrero. Pero, pero en cuanto termine hoy el programa, voy a ver dónde do, consigo una, una radio de pilas. Te porque, prometo que es lo primero que haré. Porque efectivamente. si y, la encontramos. Fíjate que yo, tuve la, yo tengo la ventaja de que no tengo radio de pilas en casa, pero sí tengo un pequeño acumulador eléctrico para cuando se, se va la luz. En otras, en otras épocas, yo a veces intervenía desde casa en los programas de radio y entonces, por si se iba la luz, yo, pues, un acumulador pequeñito, creo que dura una batería, vamos, que, que creo que aguanta una hora, una hora y media. Y eso es lo que hizo posible que yo me enterase. Yo sí pude escuchar no solo la emisión de Onda Cero, pero a través de la aplicación, no de la radio de pilas en casa, y también ver, veros un rato a vosotros en Espejo Público de Antena 3. Ah, eras tú. Cuando estabais diciendo, ¿quién nos estará viendo si, hay, si viendo? no hay electricidad en casa? Pues yo os estaba yo os estaba viendo un minuto lo suficiente escuchando a Elena Gijón aquí en Onda Cero, a los informativos sí, de esta casa que, es que hicieron ayer un trabajo de quitar. Soberbio. De os lo digo yo e s o b r o Y lo vamos a、soberbio. ver, ¿eh? porque eso es algo que Se os va a reconocer, yo no、sí. sé si con algún premio, pero la secuencia de tantas personas acudiendo a las tiendas a comprar transistores、sí. o también informándose, como me pasaba a mí, a través de las ondas de onda cero, yo creo que la vamos a recordar durante mucho tiempo. Déjame que la recuperemos y la, y la escuchemos. Adelante. En e l momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su s o l i d a r i d a d en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a l a La ciencia de Pedro Sánchez tardó seis horas.、Eh. Muchos le critican el apagón informativo.、Sí. Lo ha hecho también el Partido Popular, a pesar de que Isabel Díaz Ayuso ha estado bastante comedida esta misma mañana. Sí, no sé cómo lo ves tú. Déjame que añada eh, eh, respecto del trabajo que, que hicimos todos los medios ayer en este grupo, que afortunadamente tiene generadores para aguantar. Para, aguanta, ...para priorizar la emisión". Que, claro, a las 12 y 33 minutos se, se va la luz por completo. Estabas tú en directo y empezáis a contar en el programa pues, la situación inusual que se está produciendo. Aquí en la radio, Elena, se, Elena Gijón se puso en este mismo micrófono en el que estoy yo、eh, para hacer el primer tramo de nuestro programa especial. Luego por la tarde pues, ya seguimos los que fuimos viniendo. Pero lo más difícil en esos primeros minutos, claro, dice, dirán los espectadores y los oyentes: bueno, ustedes, como tienen ahí generadores, se les escucha, ya está, pueden emitir. Sí, pero lo más difícil era. Enterarse aquí de lo que estaba sucediendo fuera, porque la emisión estaba garantizada, pero cómo. Eh, entran en antena en la tele y en la radio los redactores o los compañeros o los espectadores o oyentes que están en condiciones de contar lo que está sucediendo, pues a través también de aplicaciones o a través de telefonía móvil, que depende también de que haya suministro eléctrico para que, funcione, o sea, todo, para que funcionen las antenas de las operadoras. Todo era muy complicado, pero creo que se salvó la situación no solo con profesionalidad, sino con solvencia. Yo, yo creo que todos los medios ayer. Como los propios ciudadanos hicimos un ejercicio de, de sosegar y de atendiendo a la, a la angustia que en muchos casos existía y, sobre todo, a la incertidumbre. Intentar ir ordenando lo que sabíamos que estaba sucediendo. Durante muchas horas no hubo información oficial. Ayer decía el presidente Sánchez,、eh, infórmense solo por los cauces oficiales. Cuando llevábamos seis horas ¿Cauces? sin información en los cauces claro, oficiales. Claro, claro. Es, que, es que poco pasó, ¿eh? Lo, lo hemos destacado sí, esta mañana. Sí, sí, sí. Hablando con José Félix Ayuso, oye,、eh, no hubo pillaje, no hubo saqueos, sí, es. la gente reaccionó con mucho civismo. Veías a personas que, bueno, pues eran evacuadas de las empresas porque no podían hacer nada y se quedaban en las puertas tomándose una caña cañada. Caliente, ¿eh? o sea, la gente bebía cerveza caliente, pero, pero cerca del trabajo se v e í a que v o l v í a n en algún momento.、Eh, los padres que iban al colegio, algunos esperaban que llegase con la ruta a casa. Yo, yo todo eso lo viví en primera persona y me sorprendió la tranquilidad de la gente. Es decir,、eh, fíjate que, que ocho comunidades están pidiendo o pidieron ayer、eh, la alerta 3, el despliegue de, del ejército, de la policía nacional y de la guardia civil, por si acaso. Bueno, finalmente no fue necesario, pero sí que eché en falta. Y o no sé cómo lo viste tú, Carlos,、eh, que no hubiese más policía en la calle con la cantidad de problemas. De tráfico que se estaban generando en las grandes ciudades. n o Sí, y, y, y lo que tú dices, si fue poco para. Si nos imaginamos una situación como esta que vivimos ayer, antes de que se hubiera producido, una, una ciudad como Madrid sin semáforos, o como Barcelona sin semáforos, con,、eh, sin, sin comunicaciones telefónicas, en fin, todo eso que complica tanto la. Yo creo que fue poco, o sea, al final lo que pasó fue poco para lo que hubiéramos pensado que podía haber sucedido, ¿no? Respecto del tráfico, a pesar de que hubo atascos de cuatro horas. Eh, alguna, eh, Marta García, ayer nos contaba que esta mañana que ya estuvo cuatro horas y media en la M30, cuatro horas y media siguiendo la emisión de Onda Cero por la tarde. Hoy un programa informativo estupendo.、Eh, nos contaba el alcalde de Madrid Fiateca, hablábamos con él ayer en el especial que me contaba ayer por la tarde cuando ya se estaba, quedaban dos horas para que se pusiera el sol, que el gran. Temor o la gran preocupación que tenía en ese momento la, el gobierno municipal era que no se hubiera restablecido la luz en Madrid antes de que llegara la noche, porque llegada la noche todo se complica mucho. Una ciudad como Madrid a oscuras o como Barcelona, imagínate, y porque todos los sistemas de seguridad de los comercios o de los edificios oficiales también dependen de que haya suministro eléctrico, como, como casi todo, salvo la radio de pilas, casi todo depende de que haya suministro eléctrico, y eso,、eh, digamos, generaba una situación aún mayor de inquietud. Esta mañana, contar al Ministerio del Interior, que salvo que vayamos conociendo novedades en las próximas. Horas, en principio no se han producido incidentes muy reseñables en ningún sitio, incidentes de, de inseguridad o de comportamientos violentos. Lo que, lo que, yo creo que eso habla,、eh, habla de la sociedad española y habla muy bien de la, de la sociedad española y del civismo que hemos demostrado o que han demostrado los, los ciudadanos. Y,、no. y, y respecto a esto de la, radio de, de la radio de Pilas, que ayer y la verdad vivimos también, quienes hacemos la radio, pues para nosotros son momentos también muy. Muy reconfortantes, ¿no? Ver cómo personas en la calle estaban compartiendo la emisión de la radio con otros ciudadanos en los coches, como habéis visto, como, estáis, como están viendo ahora tus espectadores. O, o una, una joven a la que una redactora nuestra, Patricia Gijón, ahí en, en el centro mismo de Madrid, con toda la, la, la aglomeración de personas, iba una chica con una radio、eh, de pilas así en alto. Con la emisión puesta a todo volumen para que todos los que estaban a su alrededor, que podían ser decenas de personas, pudieran escuchar lo que estaba. Cuando llega nuestra redactora, se da cuenta de que la voz que está sonando es la mía, y entonces que la emisora que está sonando es la en la que ella trabaja. Y entonces le dice ella: Perdona, es que yo trabajo en esa emisora que está sonando en este momento. Y créete que fue un momento muy emocionante para las dos. <risa> para, para la chica que lleva el transistor, decir: anda, mira, si eres parte de lo que estamos escuchando aquí,、claro. y, para, y para nuestra compañera、eh, Patricia, porque también estaba viviendo una situación muy complicada para todos aquellos que no viven en una gran ciudad, pero estaban trabajando en la gran ciudad: ¿cómo que es cómo volvemos a casa? ¿Cómo、claro. salimos de Madrid en las horas que quedan si no se puede mover el coche?、Si no, Para, para llegar a casa y poder dormir y poder estar con la familia, ¿no? Y en esa misma angustia en la que está también un. Una persona que se dedica a esto, es, y luego yo, como vuelvo a mi casa, te encuentras con que está sonando la voz de la persona con la que tú compartes trabajo y, y... genera una situación emocional muy radiofónica, es decir, también. e t Sí, sí, sí, que además、eh, alguien te dijo, estoy escuchando a Susana Gris, y tú dijiste, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo la estás siguiendo? Porque es verdad que yo tuve la sensación de que estábamos trabajando, bueno, pues, en fin, para,、sí. para los compañeros que estaban también algunos viendo la televisión informándose a través de los pasillos de antenatis, que por cierto estaban completamente a oscuras esa i o m a c i ó Sí, imagen, sí, sí. Era también muy distópica, y mira que hemos vivido imágenes distópicas últimamente con la pandemia,、eh, con, bueno, en fin, también sí, pero,、eh, con Filomena, que la tenemos todos muy i n e r e s a d Pero muy como, presente, como ¿no? estamos en confesiones, voy a contar a los oyentes y a los espectadores de nuestro grupo que, que en este grupo hubo suministro eléctrico porque tenemos generadores y un equipo profesionalísimo, pero se prioriza también la electricidad. Se, se prioriza,、sí. como tú explicaste también ayer, primero es la emisión. O sea, primero, quienes tienen que estar atendidos son los oyentes y los espectadores de nuestros medios. Y luego ya viene todo lo demás. Y eso significa, bueno, la seguridad, porque yo llegué aquí pensando que, que me permitirían、eh, saltar directamente el torno de seguridad porque no funcionaría. Y me dijeron, no, aquí, ch, seguridad, prioridad, la emisión y la se seguridad. Siempre. Y luego,、es. lo que no está en las prioridades, claro, pues son cosas que parecen muy bobas, pero que luego uno comprueba que son muy necesarias. Por ejemplo, para mí, la máquina del café. La nevera, en mi caso, <risa> donde tengo los yogures, que se me ha descongelado. Pero bueno, en fin, e s t o ya son pequeñas miserias, no me lo traen ellos. El aire acondicionado. El aire acondicionado. <risa> tengo, tengo, he apuntado, ya, ya no te entretengo más. He apuntado tres propuestas aquí, pensando en esto, de, para si me quieren hacer caso las autoridades. A ver. Y, de, primero, que el gobierno、eh, reparta un transistor de pilas por familia. O se、si、hace una inversión del Estado. Tampoco cuestan tanto los transistores, e s t á igual en 8 euros. Además, si compras muchos, te hacen descuento. Entonces, que el gobierno, un plan de asistencia a toda la población para que en todas las familias、eh, tengan un, o tengamos un transistor. Si no es por familia, que sea por bloque,、eh, comunidad de vecinos. Se me ocurre que podría ser interesante. Luego, que los fabricantes de teléfonos móviles. Conviertan el teléfono móvil también en un transistor, o q u e el teléfono móvil va con la batería ya incorporada, n o lo que no tiene es datos o conexión a internet. e s es buena. Si el teléfono móvil、sí. tuviera también la opción de ser transistor simplemente, si quieres, le ponemos al teléfono móvil、sí. aquí una antena de aquellas telescópicas que tienen los transistores viejos、sí. y que sirva para escuchar la radio, porque pilas lleva incorporadas el teléfono móvil. Luego que vuelvan las cabinas telefónicas, yo creo que sería muy necesario, porque ayer muchas personas no tenían cómo comunicarse con,、claro. con sus conocidos. Cabinas telefónicas, pero con Compa compañía telefónica con la línea de toda la vida, que es la línea de par de cobre, que no requiera de, de la IP, del de router y de. Y Esa que yo también h eché en falta ayer en casa. Claro, pues, Carlos, dice, a ver en qué quedan esas propuestas. Vamos a hablar con Alberto Núñez Feijón en unos minutos y、ah, pues、si quieres, le cerradamos la, <risa> ¿Eh? la, la demanda, la carta a los Reyes. Un abrazo desde aquí. Otro para vosotros y enhorabuena、Igualmente, también por el trabajo. Y a trabajo. todos los oyentes、y、de a n d a Cero. Bueno,、gracias. nos tenemos que ir a la tocha. Trabajo de los、eh, servicios informativos, también de la tele, de Antena 3, de la sexta, bueno, de todos nuestros. De Todos nuestros medios. Ventaja de la radio,、pues、ya les hemos explicado que, como, como el transistor no siempre necesita ser enchufado, pues eso hace posible que los oyentes tengan acceso a lo que aquí contamos, a diferencia de lo que ocurre pues con la tele, claro. La tele, en la tele están trabajando, pero si yo en casa no tengo electricidad, como veo. La televisión. Bueno, son las 10 y 20 minutos. 6098-31034. Si usted, oyente de la radio, oyente de la radio con pilas o del transistor de siempre, oyente de la radio en la app o oyente en la radio, como sea,、eh, nos quiere contar cómo vivió el, el apagón, cómo ha vivido el apagón, cómo ha sufrido el apagón y. Pues,、eh, cómo lo ha pasado, qué anécdotas le han sucedido o qué experiencias verdaderamente penosas ha tenido que superar, pues aquí estamos para escucharle. Nos envía una nota de voz, asunto apagón, 609-8310-34.、Eh, Las 10 y 21 menos en Canarias, una pausa cortita y a la vuelta recibimos a los colaboradores de este programa. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Hola. Unos Callahan, Alicia. Eras es que hace mucho tiempo que no hablamos de Callahan. Y además, estos son muy, muy, muy chulos porque se llaman Callahan Easy Fit Autocalzable. Ya sin ningún esfuerzo. Lo último en tecnología, mira, más rápido, más sencillo, sin necesidad de agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente, simplemente, m e t e s el pie, bajas el talón y sales a caminar por tu ciudad. Y es que el zapato se adapta a tu ritmo y a tu tiempo y también a tu esfuerzo. Son los Callahan Easy Fit Autocalzable. A la venta, las mejores zapaterías y en callahan.com. Es. Hola familia, buenos días. Pues yo tengo la ventaja, o tuve la ventaja, cuando iba a coger el ascensor, justo en aquel momento se, se apagó la luz. Con lo cual ya no cogí el ascensor y bajé por las escaleras. Y aparte también las tengo la, la suerte de que compré un transistor y un camping gas. Así que no tuve problemas. Incluso u n o de mis vecinos que tienen un ND chiquitín les pasé el camping gas para que pudieran calentarle la, la comida al crío. Y otra amiga se quedó en el tren, justo en el tren en el que iba Matías Prats. Y acabaron p u e s un familiar de ellos, fue a recogerles. Llegaron tardísimo a Valencia por la noche, pero bueno, pudieron irse. El problema es que no tenían comida, ni tenían agua, ni nada. Aquí en p e r o Muñoz, Ciudad Real, fue una locura. O sea, la gente se volvió loca,、eh, fue a comprar a los chinos linternas, velas. Radio, bueno, estaba casi todo agotado. Radios no había en todo el pueblo. En la ferretería sí que conseguimos una y fue una locura. Cenando con velas, no teníamos agua ni luz, no funcionaban los motores, nos tuvimos que meter dentro de un aljibe. Para sacar cubos de agua, bueno, fue una auténtica locura. Buenos días, soy Rocío de Málaga. A mi barrio llegó la luz a las 3 de la mañana. Y el día de ayer, pues nos quedamos sin luz a las 12 y media en el trabajo. Nos mandaron a, a casa, que hubo un poco de atasco, pero bueno, más o menos se llegó. La verdad es que mucho civismo. Y después toda la tarde en el parque, aprovechando la luz y los peques, que estaban todos los amigos en el parque, pues a casa, a cenar con unas velitas, salmorejos y unos bocatas, y a dormir pronto. Y una cosa graciosa. Es que los mismos trabajadores del Supercore decían: No entendemos por qué la gente coge filetes ya cortados, porque si tienen vitrocerámica, pues no los van a poder hacer. Entonces había mucha gente que decía: No, yo tengo camping gas, no, te yo, no. yo tengo un hornillo donde hago paellas, no, yo tengo. O sea que todo el mundo teníamos algo para poder seguir comiendo en casa caliente. Que las cosas antiguas. Todavía vale, no hay que tirarlas, no se o s ocurra tirar a nadie nada, ni siquiera una radio de pilas antigua. Buenos días, me gustaría comentaros que ayer, con el tema del apagón, mi hijo estudia en la Universidad Europea, que nos pilla perfectamente en diagonal contraria de Madrid, capital. De donde residimos. Y cuando acabaron las clases a las 2 de la tarde,、eh, decidió coger un primer autobús, que fue razonablemente bien, pero a partir de ahí empezó un periplo en el que saltaba de autobús en autobús,、eh, trayectos, caminaba dos kilómetros y así hasta que consiguió llegar a casa pasadas las 8 de la tarde. Simplemente comentaros lo que está diciendo todo el mundo. La gente ayudaba, dice que él jamás se le había ocurrido socializar tanto como, aquí, como ayer, hablando con personas de todas las edades que le indicaban cómo caminar hacia un sitio determinado, que fue bastante edificante hablar con la gente. Ver que la amabilidad rebosaba en todos los barrios. Pues es verdad, es verdad. e n t o d o lo malo hay que destacar también cosas muy bonitas que pasaron el día de ayer. Hola Jorge a b a d c ó m o estás? Hola, ¿qué tal Carlos? Porque no había WhatsApp. Entonces, cuando no hay WhatsApp, pues tienes que hablar con la gente. Sí, es, es cierto. No había ni WhatsApp ni manera de comunicarse telefónicamente durante、claro. buena parte del día con nadie. Con nadie salvo pues que tuvieras、eh, acceso a una Wi-Fi. Con, con, es, hablamos solo de, por ejemplo, de este grupo de comunicación. Sí, o del Congreso、por、había ejemplo, gente, ¿no? De, Contaba David Gabás ayer. El Congreso,、eh, creo que ayer e s c u c h a m o s también por la tarde en el especial a alguien que había compartido, sin permiso, la señal de Ikea, me parece que era. Ah, de, sí, también. De, de, sí, sí, e doctor Rafa、Ikea. Fernández, sí, que estaba ayer la gente en Ikea. <ríe> Pues eso, rapiña. Luego también hubo gente que le echó un p o q u i t o de cara al asunto y entonces entraban a pedir comida, bocadillos, tal, lo que sea. e s es que no llevo efectivo, no llevo efectivo. Dice, pero es verdad que no llevas efectivo o lo estás diciendo para no pagar. Pero en mi barrio se、sí, v i v i ó una cosa muy bonita que es que volvió la gente a fiar. Claro, hacían una lista sí, y sí. apuntaban lo que debía cada uno. Y ellos tenéis que pasar a s a l d a r la deuda. Y hay que s a l d a r las deudas. Bueno, David y Jorge, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Cosineti. ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué tal? Bien, Hola, bien, ¿Qué tal? ¿Qué de tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué? Pues nada, que ayer me enteré de toda esta movida. ¿A través de quién? Pues de María Jesús. Que de repente estoy currando y me llega un WhatsApp de María Jesús que voy a leer literal: que me dice, cuando te vaya bien. Eh, hablamos, parece que estamos en medio de un ataque generalizado. Digo, pero esta que me está vacilando. Marej Jesús Dios, es yo, nuestra ¿cómo? productora, Marej Jesús Morejo. n、no、Nuestra o María e s s ¿Qué me está contando esa t muchacha? Pues sí, y a partir de ahí, pues, ¿qué pues voy a contar?、Eh, pues nada, aquí, ¿yo ¿qué hice qué hice rápidamente?、Pero、tú tienes a Ronillo, ¿no? ¿Cómo Ronillo? ¿no? ¿No? <risa> <No, risa> es que eso es lo que es que, es que. es que digo, esta me está vacilando. Ya a los 15 minutos que vi la movida, digo, voy a empezar a hacer recuento. Y pensé, tengo paellero con bombona, tengo chimenea, tengo parrilla, tengo leña, tengo motosierra, tengo pita d e s b r o a <risa> tengo hachas en casa, hachas, tengo hachas, Alcinetti. Soy, soy yo, tal、eh, para cual. George. Claro, a l c i n a está diciendo, no, está diciendo pero, lo tengo, lo tengo.、Eh, no, lo tengo. Es que ya, estoy pensando、yeah. que yo ayer estaba angustiado porque yo no puedo poner la cafetera.、Pues、ya sabes, El café es como una. <risa> Necesita, no puedo、yeah. poner la cafetera, no tengo cómo, cómo、yeah. hacer el café. Y tú has dicho ahora: la chimenea no se me ocurrió. Sí,、ah, me la chimenea. Tienes la chimenea y pones y la cafetera、está. encima y ya claro, está. Claro, y cocinas y haces m a r mitacos y chuletas y chuletillas y todo lo que tengo en los arcones. Porque me imagino que Alcinetti, igual que yo, tendrán unos arcones llenos de cosas. Porque tú eras anticongelador. Pero luego ya sé que te has metido en la secta del congelador. Entonces, ¿qué tenemos en los arcones? Pues yo tengo para montar unas jornadas gastrónicas en el barrio, pues igual p a seis meses. Ese ¿no? era el entonces, miedo, acá, ¿no?、Cosas. Que se echase a perder sí, el género. Claro, digo e s t o bueno. bueno Pues Vamos a empezar a hacer merendolas, como cuando fue la pandemia, que estuve dando de comer al barrio durante pues, un montón de tiempo, porque claro, empecé a vaciar los arcones, empecé a cocinar en plan locura, y luego también pensé que tengo muy buenos vecinos, porque yo estoy rodeado de peña de caserío, estoy rodeado de b e r t o l que es un fenómeno, que es uno que está aquí cerquita, Sabino, gente así como rústica, que tiene tractor, que tiene azadas, que tiene todas estas movidas, y rodeado de toda esta peña. No v a a pasar hambre, o sea, es lo que pensé. Dije, ya está, o sea, todo solucionado. Y bueno, pues ha sido cuestión de menos de 24 horas, ¿no? Que ya parece que va todo ya.、Eh, ahí vamos. Caminado, ¿no? Ahí,、claro. vamos, ahí sí, vamos, ahí vamos. Todavía quedan cositas, pero. Bueno,、ah, calla, bueno. calla. Y luego pensé, Martín b Vasate, que está en Dubái, porque ha ido unos días a Dubái y no está oyendo la radio. Bueno, igual está oyendo l a radios de Dubái. Es acumulador de transistores a pilas. ¿Ah, o sea, ¿sí? tiene diógenes. Sí, sí,、pues、tiene, diógenes, tiene diógenes Tiene de i ó g n e de s transistores a pilas. l e voy a、y、pedir pensé, uno. Cuánta, y pensé, ¿cuántas radios? Tendrá Martín. Entonces, esta mañana he venido aquí a donde estoy haciendo la radio ahora y, y las que están a la vista hay media docena. Tengo seis radios a pilas, o sea, de todos los tamaños. La persona mejor informada Entonces, de España, David Jorge, en este momento. No,、sí. no, flipas seis, o sea, que las, las puedo vender. Ahora ha bajado la tasa. No, la, no, la, bueno, a, si las vas a, vend,、si、la vas a vender, dime por cuánto, que yo tengo interés en adquirir una, por lo menos. Sí, me he dado、pues, cuenta pues, de, tengo de que seis, tengo una, ¿sí? una carencia en mi vida fundamental, que、no、es que no tengo, no tengo radio i Inexplicable, por otra parte. ¿En serio? ¿Me <ríe> estás diciendo en serio que no tengo radio de pilas? Inexplicable, pero no tengo radio de pilas. Tampoco tengo reloj, en fin, ¿qué quieres que te cuente? O sea, el reloj, t a m b i é yo tampoco. Pero Alicia Eras me acaba de traer una radio, no para mí, sino para que me anime a comprarla, que es una radio que ni siquiera necesita pilas, es un transistor que va con dinamo, como las bicicletas. ¿sí? O sea, tú le sacas una. Claro, sacas ahí como una pestaña que tiene, empiezas a, dar a, a girar como si fuera la rueda. Esta es la dinamo que está sonando, y entonces se carga la batería de la radio. O sea, no, no, no, además, es solar, o sea que no necesita ni siquiera las pilas. Bueno,、eh, 914262599. Vamos a hablar con los oyentes esta mañana, ¿no? Nos cuenten. A ver cómo lo hicieron para comer. Si usted quiere nota、cenar. de voz, nos envió una nota de voz, asunto, asunto apagón al 609, etc. é t e r a Pero si usted sí, quiere sí, hablar sí, directamente oye, con nosotros. Ah, tiene t e m p o un poco de d i s t a n i a de c i a 609-831034, si s es que se lo sabe、o、toda España. Y, vale, y reciba, si quiere、no, hablar no, en directo no, no. con nosotros y contarnos cómo ha vivido o sufrido el apagón, pues el 914262599. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Jimena. Está el teléfono. Sea amable, por favor, David Jorge.、Eh, buenos días, Jimena. Jimena, Jimena. Sí, sí. ¿Eh? Hola, sí. ¿cómo, Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo. ¿Cómo, cómo te fue el día de ayer? Cuéntame.、Eh, no me fue demasiado mal. Yo estaba cocinando y entonces de repente pues, se, se apagó la cocina y fui a mirar por si era una cosa del pueblo o de mi casa, ¿no? Al cuadro eléctrico y vi que no pasaba nada. Y entonces mi hijo por WhatsApp me dijo: Esto es en toda España. Y ya me preocupé un poquito más. Y bueno, después llevó a mi marido, gracias a Dios traía una empanada, con lo cual el tema de la comida pues, se nos solucionó bien.、Uh -huh. Y me hizo una ensalada y ya está. Y entonces nos pusimos, nos pusimos a oírte a ti. Y después de comer, y estuvimos así pues, toda la tarde, leyendo un rato, o yendo la radio. Y medio informándonos de lo que había. Llegaron unos amigos y poco a poco, en realidad, aquí en, en Cádiz no tardó mucho porque a las siete menos c u a s o ya teníamos luz.、Uh -huh. Sí, sí, escuchamos o ayer. O sea, que la cena la pudieron hacer. Lo contamos ayer en directo porque hicimos un、eh, programa especial, se lo cuenta David Jorge, que igual estaba en sus cosas. Hicimos el, bueno, el programa especial, empezó con Elena Gijón a las doce y media, pasadas, un poco pasadas de la mañana, y、eh, luego ya p u e seguimos s todo, todo el día. Y con permiso de Jaime c a n t i z a n a pues ocupamos también el tiempo de, de por fin. Y entonces podíamos ir dando, dentro de la、sí. situación tan anómala y tan desagradable que estábamos viendo todos, Pero íbamos dando de cuando en cuando la buena noticia del regreso de la electricidad a alguna ciudad en concreto. Entonces era como: hemos ganado la plaza de Cádiz.、Y、entonces, Ha vuelto la luz a Cádiz. Hemos ganado Santander. Ha vuelto la luz a Santa. n d e r、sí, sí. Y、mm -hmm. nunca pensamos que nos alegraríamos tanto de ver encenderse una bombilla, por ejemplo. Pero es verdad sí, que provoca un entusiasmo cuando vuelve la electricidad. Y esto que cuenta Jimena, es, es verdad que en casa, yo creo que es lo que hicimos todos al ver que no había luz. Que es, te vas al cuadro de los.、Eh, a、decías? ver si ha saltado la. La automática. Es que tiene un nombre, tiene un nombre,、sí. tiene un nombre técnico, i e e nombre n un t eso que no es automático, pero bueno, todos sabemos lo que hablamos. Al diferencial, al diferencial. Al diferencial, gracias e n t o n c e s llegas allí creyendo que vas a ver enseguida cuál es el que ha saltado y dices, pero si, si todo está para arriba. ¿Eso qué significa? Que no, que no es problema de aquí, q u es e problema de fuera. Y entonces preguntas a los vecinos: ¿Tampoco tenéis electricidad en casa?、Y、pues tampoco. Te dices, pues va a ser cosa de la calle. Tú preguntaste por WhatsApp: Oye, ¿qué ha pasado? No, no, a mí me preguntaron、mm. a, a mí. Ajá. <risa> A mí me estaban esperando cuando. <risa> yo llegué a casa solo para saber si en la mía tampoco había luz. Entonces yo dije, pues no sé, porque todavía no he entrado. Entonces, pues efectivamente, todos los automáticos están para arriba, o sea que no es de aquí. Tú tampoco tienes que ser el vecino, ni tú. Esto va a ser de la calle. Y luego ya dices, pues, pues no es de la calle, es, es del barrio. Esto va a ser、sí. del barrio. Luego ya no es del barrio,、y、dices, a ver si es de toda la ciudad. A ver si no es solo la ciudad. Y entonces es cuando empiezan a entrarte un WhatsApp s que dicen, los últimos que a mí、sí. me entraron, porque luego ya. t e decían, toda, toda España. Toda España, entonces, sí, es dices, increíble. Es toda España, no puede ser. ¿Cómo va a ser toda España? Y Portugal. Dices, cómo va a ser? Sí, Sur sí, sí, de Francia. a、sí, sí, qué me estás contando? Sí, s increíble. ¿Cómo ha podido pasar? Oye, Jimena, ¿y entonces、eh, tú en casa no tienes hornillo ni camping gas? Tengo camping gas, pero no tengo bombona, con lo cual, porque no había. No, cuando fuimos a comprarla ya no había. Entonces, por、pues、nada, me tuve que aguantar, pero vamos. Ya verás, hoy, Eso, las b o m b o n a s Lo bueno. Sí. Dime, dime. Lo bueno es que en casa siempre tenemos lo de las transistores a pilas. En mi casa siempre.、Mm. Tenemos tres. ¿Y pilas? Entonces, ¿Y, te, ¿Y tenéis pilas y de repuesto? Claro, claro, claro. Sí, sí. sí. Pues, pues qué suerte. Porque me encanta tener. Tengo el, en el baño, tengo en todos los. ¿eh? Jimena, ¿y la ¿Person? despensa? ¿La t a z a r d i n a la tanchoía, la tan ta bonita? También, también. Absolutamente todo eso, de todo. o s í sí. Sí, joder. Muy cómo, bien. Muy bien, desde la eh, pandemia. Eh, El congelador petado. El, ¿no? el congelador petao. también petado.、Sí, sí, qué maravilla. No, y si la luz, si la luz,、no. la luz ahí en Cádiz volvió a las 7 menos algo, no dio tiempo a que se descongelara nada. No, o sea, ha, no, ha aguantado no, bien en la nevera, ha aguantado bien todo lo que había dentro. Perfectamente. Bueno,、sí. y la empanada sí, sí. estaba rica entonces, ¿no? La que llevó el marido. La empanada estaba rica. <risa> ¿Era de carne o de bonito? <risa> Era de carne. <risa> sí,、ah, un sitio de chiclana que las hace muy buenas. Oye, Jimena, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana y por escucharnos cada día. Y que tengas un, día, tra que tengas un día tranquilo en casa. Gracias, Jimena. Gracias, un beso, Jimena. Adiós,、claro un beso sí、Jimena. adiós, adiós, adiós. adiós. ほら。 Te llamó desde una aldea de Galicia y aquí hace como 20 minutos que acabamos de recuperar tanto la luz como el teléfono móvil. Gracias por estar ahí y viva la radio. Hola, yo estuve con mi hijo de 20 años y mi hija de 13. Hasta que no, nos dimos, no caímos en la cuenta de la radio del coche, cada hora íbamos al coche y arrancábamos para escucharos a ver qué decíais de nuevo. Pero luego, ya a las 5 de la tarde, me acordé de un w a l m a n que tenía de los 80 guardado、wow. en una caja y ya fue fantástico. Fantástico. Buenos días, soy Paco de Granada y para mí el día de ayer lo más llamativo fue descubrir cómo mi hijo de 16 años desconectó del enchufe la vieja radio de la cocina, buscó pilas en el cajón donde él sabe que, es, que la s guardo y puso en marcha la radio, sintonizando a vosotros hasta que yo llegué a más de las 6 de la tarde. Gracias a vosotros. Gracias a tu hijo que tuvo... Que embajé. Que Tuvo la, la idea de ponerle pilas a la radio y,、yeah, yeah. y gracias a que había pilas en casa y el Walmart.、Yeah. ¿eh? La, el h Walmart, yeah, qué maravilla. El Wal-Mart, maravilla. tío. Qué maravilla, sí, Pero, es, pero si tengo el Walmart en casa, yeah, tío, ¿En yo a t í Yo no、es? lo tengo. Yo, lo primero que tuve fue un Sony rojo que compré en Francia hace un mogollón de años que lo perdí. Pero qué, qué, qué maravilla era el Walmart. Claro, r o p q u El e Walmart、eh, tenía oreja, ¿eh? onda media, cassette, AM FM, c a s e t e autorreverse,、sí, exactamente. sí. Y, Oye,、no y, a, y no、lo, lo podía s llevar en el cinturón, si. Era、sí, como, claro. Ya, tío, tipo Lilo Johnson,、sí. tipo los de fama. Como las de Fama. Ya empezamos el mundo viejuno, ya. Como las de primeras, primeras de, de Fama. Del, del del Johnson. Móvil. Sí, sí, sí. Yeah, Por cierto,、yeah. hablando de Galicia, que nos. Este, esta oyente que nos hablaba desde Galicia.、Eh, Aviso a todos los oyentes de que están suspendidos todos los, todos los servicios de tren con Galicia. Que ¿Ah, sí? dice la, la compañía Renfe que ruega a quienes decidan viajar que no vayan a las estaciones hasta nuevo aviso, porque de momento todos los servicios de tren en Galicia están en este momento suspendidos. Habrá más información con la antelación suficiente.、Eh, quienes lo deseen porque tuvieran un billete ya sacado, pueden pedir naturalmente el reintegro. Lo digo porque para todos los oyentes de España que son usuarios del tren o que lo fueran a hacer en las próximas horas. Eh, lo más interesante, lo más oportuno es、eh, informarse en la web de la, de la compañía, saber exactamente qué trenes están operativos y cuáles no, porque hay mucha diferencia entre unos lugares y otros y la, cu cuánto está afectando el apagón o、no, la falta de estabilidad del suministro eléctrico a los transportes ferroviarios. Bueno, hemos hablado con Jimena, vamos a hablar con Lourdes, que está también escuchándonos. Buenos días, Lourdes. Hola, Buenos días, Carlos. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí recuperando. El lío de ayer que tuvimos en la tienda. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo fue cuando a las 12 y 33 pff, se fue la luz? Bueno, pues aquí se fue la luz y bueno, pues todas las tiendas, excepto... yo estoy en e R. r e Laoria y hay muchos comercios en esta zona, nos ofrecen mucho a ver y todo el mundo pues fuera. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis algo?、Pues、todo el mundo si no tiene electricidad, pues entra a preguntar: ¿Qué ha pasado? Pues ni idea, no tenemos ni idea, y esto ha sido un apagón de barrio, pues como ha dicho antes Jimena, pues barrios, barrios, no sé qué, no sé cuánto,、sí. y bueno, pues un apagón general hasta que ya、pues、pudimos, quitamos la radio de que tenemos aquí enchufada, le pusimos pilas y ya empezamos a, a viros. Y saber noticias. Y a partir de la una, pues el despliegue de gente preguntando: i n f e r m i l l a s linternas, pilas, radios y de todo lo que pudimos vender. Yo Ríos tenía un par de ellos porque, bueno, por, por, ten, tengo siempre aquí algo, que volaron a la una y cuarto, y yo no tenía ninguno, y radios no s u l o v e n d no vendo. Y lo que más pidió la gente fueron radio s para escucharos. O sea, fue impresionante. O sea, has agotado,、no、sé has, has agotado todo el stock de radios de pilas todo, que tenías en todo, la tienda. Todo.、Sí. Eh, he contado, hemos contado las linternas que vendimos ayer, porque <risa> justo había venido un pedido que hizo de linternas solares para ahora, para, para,、pues、para verano. El,、eh, siempre eso hemos tenido. Y justo el viernes vino un pedido de linternas. Que hice eh, fueron eh, 64 linternas de. Joder, q a r a v Vendidas. <risa> vendidas es y pilas, pues ninguna. Las primeras que se agotaron fue、pues、la gente sacó las r a d i o s antiguas que llevan pilas de la tipo B, de la gorda. De la gorda. De la, gorda, la gente、sí. p e d i a gorda. <ríe>、sí. Y eso se agotó enseguida. Tenía, tenía como una caja que v i m e en 10 mister y eso se agotó. Nada, a las 4. Yo me bajé a la tienda a las 4 porque no pude bajar cierre ni nada y me daba miedo y a las 4 estaba aquí. Hasta las 7 y media que ya me quedé sin nada, 7 y cuarto o así y, y, y, no, y me fui. Vino mi marido y mi hijo y aquí a ayudarme y, y nos fuimos.、Claro, y cobrando、sí, e n efectivo, Lourdes.、Ah, claro. Sí, sí, cobrando e n efectivo. cobrando en efectivo en Y la gente, pues gente que conozco de bar de toda la vida, pues no tenía, pues les di pilas y no hay problema. Pues eh, antes, eh, en el guasa que se m a n d a d o he dicho, pues yo a una familia le dejé un hornillo que tengo yo aquí para, para probar las ollas. Y tengo aquí un ornillo un c a m p i n g g a s antiguo que tiene más años que yo que sé, de, <risa> Qué de, de 40 años tiene, <risa> Entonces, y se lo dejé para probar. <risa> pero yo, David, te,、eh, os, os sigo, te lo sigo mucho, soy...、Eh, v a me o s m encanta, pero por favor, o sea, la gente con los hornillos, no tenemos una lata de sardinas, de espárragos, de mejillones, llevo,、eh, <risa> una, un bote de legumbre para hacer una、También. ensalada.、Claro. Eh, Hay, hay mil cosas para poder comer. O sea, no tenemos Ya, ya, ya, ya. Lo que ¿cómo? pasa es que si、sí, just, sí、justo has hecho una salbón d i gasan taller, un pisto o una cosa que necesita calentar, estás como <ríe> obsesionado. Como diciendo, la v r e que se me va a estropear. Entonces te hace falta pues, un c a m p i n g a s de bombón azul, de los y, de antes. Y, y, y, Qué maravilla del c a m p i n g a s de antes. Y la cafetera. Y la cafetera. ¿y、sí. la, y la cafetera. s olvidáis siempre de la cafetera. La cafetera Mira,、eh, de pilas、eh, aún no la han inventado, que yo sepa. Sí, mira,、eh, Carlos, cuando es curioso, pero ayer fueron las, las la radio para poder escuchar. Y el día de la pandemia, a、sí. s a b e s lo que más vendimos? Cuando cortamos hasta que la hora que nos dijeron de cortar, me quedé sin cafeteras. La gente tenía, venía, venía de cafeteras. Porque la gente no, va la al bar italiana, a al tomar café. ¿no? La italiana,、claro. la italiana claro. lo que italiana, sea. Da igual,、claro. vendí, todas. Claro. Claro. Fuego, o sea, vendí todas. La italiana va a poner el fuego, se vendí todas. La italiana, la eléctrica, todas. Me quedé todas. sin cafeteras. Da igual, tamaño,、claro. da igual. Lo que sea. <risa> lo que sea para tomar café. Era,、eh, fue, fue curioso. Pero lo bonito fue. Que yo con la radio aquí, la, os estuvimos escuchando pues, todo el rato que estuvimos aquí y la gente se quedaba, ¿no? Cuando dijo el gobierno que iba a salir,、sí. a ver si salen,、claro. a ver si salen. Entonces,、sí. se, se quedaba aquí escuchando o venía, volvía, han dicho algo nuevo, saben algo nuevo. Pues, bueno. bueno, pues es cosas de barrios, del mundo andando. Y, y mira,、bueno. que, mira que yo avisé que dijeron el, el presidente va a salir a las 5 y cuarto. Y yo dije, cuidado, que su,、sí. siempre dicen 5 y cuarto,、cuidado、acaban siendo sale, las 6 y cuarto. Y eso es lo que pasó. Media, tipo Toro San Fernín, cuidado que sale, cuidado que, que sale, sale. Todos, aco, todos acojonados. Cuidado que sale en toro, cuidado que es cojonado. Bueno, Lourdes, muchas、sí, gracias、sí. por escucharnos, muchas gracias por facilitar ayer información a tus vecinos. Sí. Y, y gracias、Todos、por haber hablado、días. con nosotros. Un beso muy fuerte, Lourdes. Nada, un beso muy grande. Un día t e n e m o s que hacer un especial de i n t e r n a s con Lourdes, Alcinetti, por favor, que es que el mundo linterna me interesa mucho.、Sí. El mundo linterna es l l mundo n n de e i t r a alucinante. Lourdes, yo tengo en casa tres o cuatro, y hay veces que dos y media de la noche saco con la linterna al jardín una que tengo con una potencia <ríe>、no、Solo por darte el gusto. Sí, sí, no, para darme el gusto. Y alumno al fondo del jardín y digo, joder, qué potencia. ¡Qué linterna, rayo!、Interna. Como un rayo de 100 rayo, metros, y, lo, increíble.、Sí. Y me meto en casa como si tuviera un, wind, como si tuviera un rifle básico, diciendo: ya, Eli、sí, está protegida con、sí, esta、sí. linterna, puede dormir tranquila y tal. El mundo linterna,、sí. un día hay que hacer un programa、muy、sin cogerle el e l é f o n o El mundo linterna es muy amplio.、Vale. Yo ya lo q u e h i c e f un e u poco、ah, de acotonamiento, porque hay gente que me pedía tres o cuatro y dije: no. Querían claro, acaparar. Una o dos、racionando. por familia. Hiciste、pues、un tope. Racionando. Vez, racionando de la de libertad b e racionamiento t r a de linterna. Esto es una maravilla. Una,、vale. una, una, por, fa una por familia. Esto se llama、ya. autogestión ciudadana. Aquí cada uno se... e Efectivamente.、Sí, Hay que pensar en el detrás. a Lourdes, gracias te... por haber hablado con nosotros. Gracias, gracias. Se, se me estaba metiendo en espiel. La la te, te voy a hacer una pausa. Haremos un programa dedicado al mundo de la linterna, ya que entre Lourdes y tú me habéis convencido de que es un mundo con un grandísimo recorrido. No, no, no. Pueden hablar de. Muchísimo matices sobre la. Bueno, bueno, s e g r a m e n t e llamará, el... audio, y se i o y, y, y, y esto, audios de voz de estos y todo, ya verás. Exacto, verlas, pues, sí, ¿qué sí. sabemos de la linterna? Apúntalo, Jorge, para. cuando t e n e m o r g e junta, junta. Dice、sí. que lo sencillo, s si estaban hechos, es obviamente bueno. Pues, levante la mano quien no haya repetido unas buenas patatas guisadas, fritas o en tortilla. Además de tener en casa la radio de pilas y el hornillo, hay que tener patatas de Somos y Jolusa. La calidad, el sabor, esa textura, que convierte lo cotidiano en extraordinario. Somos y Jolusa, amamos las patatas y se nota.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 O sea, del apagón y de cómo vivieron e l apagón los oyentes de esta cadena de radio. Por ejemplo, Sergio, que nos está escuchando ya. Te lo presento, David、e、Jorge. Buenos días, Sergio.、Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy bien, ayer <risa> no tanto. Cuéntanos qué pasó ayer,、eh, qué estabas haciendo、eh, y con quién o con quiénes cuando se produjo el apagón. Pues mira,、eh, yo pertenezco, soy el cantante de un grupo que los mayores de 40 años o t o d o conocerán, que se llama Los Inhumanos. Sergio、y、es el cantante de los Inhumanos. ¿Qué me estás contando? <risa> o Pero si yo me agarro unas papas contigo, o q u e f l i p a s Unos bailables increíbles, Sergio, no fastidies. ¿Pero de qué año eres tú? ¿De qué año e r e s d e nacimiento? ¿De qué año eres? Yo s o y d el 65 y、qué、mi、cabrón. hermano que sea Alfonso, que es el que a m o t o d o el grupo, es el 60. O sea que ahí seguimos <risa> ya con. <risa> ¿Qué máquina, <risa> con, tío? Con... Ahí, ahí estamos, qué... 4 5 años ya de, de carrera musical que tenemos. ¿Y qué estabais haciendo a las 12 y 33 minutos de ayer? Pues mira, estábamos en la carretera porque、sí. nosotros veníamos, hemos tenido un concierto el sábado en, en un festival en Sevilla, en La Algaba, justo al lado de donde estaba celebrando la Copa del Rey. Y, eh, y nada, y entonces el domingo unos cuantos se, se fueron a, volvieron a Valencia, otros se fueron a Madrid y otros cuantos quedamos de turismo y de comida en Sevilla, de, de jornada gastronómica. <risa> y, y nada, y entonces el lunes, venga, va, vamos a acudir todos a Madrid y tenemos un concierto en San Martín de la Vega. Y, y a las 12 y 33 minutos nos salta. Un mensajito además de, de onda cero, no voy a hacer la pelota, pero vamos, soy, <risa> soy fan de nuestro programa.、Gracias. Y me salta y tal y cual, apagó n en tal, no sé qué. Y yo digo, esto, esto, como que apagón. Y, y, el, y el que tenía el a d que iba conduciendo dice, eso es alguna cosa de esas que ponen, que tal, para yo digo, <risa> para ¿eh? <que> conspiranoico, <risa> ¿sabes? Ya, el rollo <risa> conspiranoico. Bueno, y a partir de ahí, una, una odisea, porque、eh, cuando vemos que la cosa empieza a parecer seria, me salta l a luz diciendo, para, en la primera gasolina que puedas. Porque vamos con el depósito a un cuarto y si realmente no hay luz, no va a haber gasolina. O sea, ¿eh? y total, la primera gasolina que paramos y dijeron que no, que estaba cerrada, no tenía luz y、ya. tal. Al final lo, localizamos una que, que sí que tenían, a, que sí que tenían eh, eh, grupo e l e c t r ó g e n o y entonces, pues bueno, por supuesto, en efectivo. O sea, que todo el que tenía tarjetas tenía que quedar ahí a, a la espera. Gente que venía de Jerez, gente que venía de tal, los coches tal, todo el mundo con la radio buscando. Y, y nada, entonces el problema que tuvimos es que teníamos uno que venía desde Valencia,、eh, ese por la tarde se quedó tirado a mitad de camino, no pudo, no pudo llegar el que llevaba la batería que iba con el, el, el, el trasto cargado en la batería, con l l c a r o si, sin batería no se puede hacer concierto. O los que venían de Madrid se quedaron atascados en Madrid también, a mitad de. de, de, de, de o sea, se quedaron durante, durante media tarde intentando salir de Madrid, no podían. Se quedaron también otros sin gasolina, en una gasolinera. El hostal donde dormíamos, los que veníamos de ahí, estaba cerrado. Y nosotros al final nos quedamos tres horas en, en, en, en, nos quedamos en, en Manzanares porque decíamos: o、oh, llegamos al pueblo. o Nos vamos hacia Valencia, pero no, no podemos poner más gasolina porque ya, ya, no, ya no, no, no nos llegaba ya para, para, para más, porque no, no teníamos más efectivo. Y entonces estuvimos durante tres horas incomunicados, sin poder saber qué, qué íbamos a hacer y viendo pasar gente con la, con la, en la gasolinera y todo el mundo pegados a la radio nuestra del coche a ver qué, qué iba pasando, qué información daba, hasta a ver qué hacíamos. ¿no? Y nosotros no sabíamos en el pueblo si se había suspendido, si no se había suspendido. O qué estaba pasando, ¿no? Y, y, y con nuestro compañero tirado en medio de la carretera, e lo t r o en Madrid para o t r o también, o sea, un auténtico, Una auténtica calamidad, o sea, y sin saber qué íbamos a hacer, ¿no? Viviendo, pues, h a como e c hace 50 años, ¿no?、Sí. La, la pena es que no tuviéramos un 5.000 y pudiéramos. <risa> <risa> no, madre, madre, <risa> padre, amor, ¡Joder, vamos a cantar, Sergio, no, joder! ¡Cantemos todos! Oye, los, gracias,、eh, gracias Sergio por contárnoslo y gracias por sintonizar ayer la radio, nuestra、gracias、radio, ti, para、tío. informar a tantas otras personas. Tengo que hacer ahora una pausa así, porque y a las noticias, como sabe Sergio, que es oyente del programa, las noticias de las 11 de la mañana, 10 de la mañana en las Islas Canarias. La información es poder, poder conocer, poder entender, poder cuestionar, poder reflexionar y poder construir opiniones fundamentadas. Toda la información en Noticias Mediodía con Elena Gijón, donde la actualidad se analiza desde el rigor y la credibilidad. Escucha Noticias Mediodía de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.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 De este programa que en España se cultivan, se producen y se comercializan algunos de los mejores alimentos del mundo, que son los que utiliza David de Jorge en sus recetas. Si、sí, es que en nuestro país tenemos aceite de oliva, embutidos, arroces, gran variedad de pescados, conservas y dulces que disfrutamos nosotros y también exportamos. Por eso, compra lo tuyo y defiende lo nuestro, porque nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí. Es un mensaje del Gobierno de España. Más de uno. En Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Hola, Carlos. Buenos días. Mi nombre es、eh, Mónica. Estoy en el tren que viaja de Barcelona a Vigo. Nos alojaron ayer, aparte de, el, de los viajeros en el. Polideportivo Municipal de, de Tafalla. Pudimos comer un bocadillo gracias a、eh, la atención de Cruz Roja. Nos despertaron a las tres y media de la mañana para llevarnos de, nueva, de nuevo al, al tren. Nos hemos puesto en circulación a las cuatro, ni siquiera hemos llegado a, a Burgos. Un placer y gracias por toda la exquisita cobertura que hacéis. Hola Alsina, te llamo desde Barcelona. Yo heredé la costumbre de mi abuela. De dormirme con la radio, con un transistor con pilas. Y eso quiere decir que lo primero que, que oigo por la mañana pues es a vosotros. Y bueno, y ayer estaba perfectamente informada durante todo el día. Pues gracias a ti, Alsina. Muchas gracias.、A、Buenos、ti. días. Nosotros vivimos en la provincia de Sevilla. Y como no disponíamos de, de ninguna radio a pilas, mi marido, que tiene muchos recursos, buscó una antigua. Radio de coche y la conectó a una batería que tenía que la había quitado al coche, y así estuvimos. Porque lo que no podíamos era gastar batería del, del móvil.、Eh, nosotros, a las 12 de la noche, todavía no teníamos ni luz ni wifi. Y bueno, nos acostamos, claro, a la luz de las velas, estuvimos cenando. Y nos acostamos a las doce. Y sobre las cuatro de la mañana, que el teléfono parece ser que entró u n WhatsApp, ya casi sin batería, nos despertamos y vimos que, que ya había luz. Buenos días. Pues mira, nosotros aquí vivimos en un pueblecito de la costa de Barcelona. Y cuando dijeron lo del kit, que la mayor parte de la gente se reía, por lo menos entre mis amigos y familia, pues yo me compré cajitas de velas. Y me compré un camping gas y una batería de esas que cargan como cuatro móviles. Ayer, todos a casa escucharle el transistor a la luz de las velas y cargando móviles que, total, no funcionaban. Me recordó a la época de mi abuela, cuando yo era muy, muy pequeña y ya escuchaba la novela de la radio. Hola, buenos días. l e mando una nota a vos de Barcelona. t r a b a j ó en una residencia de ancianos, y que tuve que hacer así un par de, un par de cosas que se salen de, de la normalidad, como controlar el generador, que tuviera combustible, p u e sacar s a l g u n a persona que otra v e del ascensor, que se quedó, problemáticas típicas de, de persona mayor, pues, un poquito de ansiedad, la l i p o t i m i a en fin. Y luego cuando fui a casa, pues nada, intentamos hacer una vida, los cuatro que somos en la. En la familia más el perrín, pues hacer, pues pasar una tarde como de camping. Y si algo tengo que agradecer al apagón es que por fin salieron mis hijos de su habitación en la que viven, se comunicaron más con nosotros, jugamos al ping-pong y pasamos como una tarde en familia. Qué bonito, ¿eh? Es que eso pasa. Y de repente cogen libros. Sí, pero la alegría que les da luego a los chavales cuando、sí. entra el primer WhatsApp o cuando de repente un mensaje en Insta. Ya les pierdes. Ya bueno, 60983-1034. Si usted nos quiere contar, si tú nos quieres contar cómo sufriste o viviste a y e r e l apagón, pues、eh, aquí estamos escuchando el testimonio, el relato de tantos oyentes de este programa. Oyentes como Luis, que nos quiere contar ahora en directo. 914-262599 nos quiere contar en directo cómo, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sufrido, cómo le ha afectado. Buenos días, Luis. Buenos días. Hola, a c a r l o s Gracias por llamar, hombre. <risa> que, nada, pues nosotros nos enteramos como al cuarto de hora de lo que estaba pasando, porque estábamos cambiando un transformador, transformador del matadero grande, y estaba la empresa Cobra. Sí. Con nosotros. Entonces, hostia, que, que nos quedamos sin luz. ¿Qué hicisteis? Subimos a hablar con ellos, y dijeron, no, no, que no hicimos nada. Entonces empezaron ellos a mover el h i l o y ya dijeron que q u era e a nivel nacional. Entonces nos vimos que... que, que, que, que, que bueno, estábamos、eh, sacrificando los animales y, y que nos quedamos a la mitad colgados. Entonces. Teníamos casi 500 animales en las cámaras de, de refrigerado que se paran.、Uf. Tenemos casi mil pales entre congelado y refrigerado de lo s Frías t u r en, en la parte de arriba del matadero y, y que se nos descongela todo. Tuvimos que parar de que nadie abriera las puertas ni que, ni que nadie se moviera. que、yeah. El problema era gordo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuánto duró el apagón? ¿Desde dónde me, desde dónde me llamas、a、tú, Luis? Desde Asturias, desde el Asturias. Matadero Central. Ah, desde el Matadero Central de Asturias. ¿Y cuánto duró el apagón? Al final, quiero decir. No, a las 7 así. 7, 7 y cuarto llegó. O sea, estuvo e、bueno, sin t u v o s luz. La, la, la cámara frigorífica estuvo sin luz 7 horas entonces, ¿no? Más o menos. 7、sí, horas, sí. horas, Y la de congelación, todo. Y, y ha, ha aguantado bien la carne entonces, al final, ¿o ¿no? o Sí,、ah. sí, sí, sí, sí, no abriendo puertas ni abriendo nada, pues todo se arregló. Pero el susto fue.、Oh. Sí, sobre todo de pensar que había el susto sido culpa. Esto fue de agarrarte, ¿eh? Sobre todo de pensar que había sido culpa de los de cobra que estaban ahí haciendo. Sí, claro, la culpa, <risa> la primera culpa, <risa> para ellos que estaban cambiando el transformador. Y, ojalá, q u é tocaron estos que, que quedamos sin luz. e l o s fueron los que nos informaron que era cosa. Que no era ni de, ni de Asturias, que ya ellos dijeron que era cosa nacional. Estoy en una empresa que se dedica a lo de la luz a nivel nacional y, claro, sí, sí. El, problema, el problema: la gente cuando dice de comer, a nosotros no nos entraba ni la gana de comer, ni de cenar, claro, ni de nada. Claro, claro. Había dinero en juego, ¿eh? no、¿qué haces con toda esta mercancía? Claro, claro, claro. Bueno, Luis, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, gracias por escucharnos y gracias por contarnos cómo, cómo te fue.、Un、fuerte abrazo, amigo. Muy bien. Adiós. Venga, adiós. Luis, desde el Matadero Central de Asturias. Es que, menudo panorama. ó s c a r buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? <risas> Os eché muchísimo de menos ayer. Nos echaste de menos.、Eh... Ah, que no pudiste escuchar. ¿A qué hora? De...、Ah. Claro, la, la radio de la Villa Besa funcionaba perfectamente, pero no llegaba a la emisión.、Ah. No había emisión, no había radio directamente. Claro. Sí, imagínate, ocho horas al volante, pues sin radio, dices. q u é ha pasado aquí? De, de Al había... final se me ocurrió. Sí. Sí, dime. No, dime, dime. Te iba a preguntar que de dónde,、no. habías, de dónde habías salido, ya qué hora habías salido y por dónde ibas. Cuando... Justo, no, justo, la... justo salí de casa cuando, se... cuando vino el apagón, justo salí de casa para ir a trabajar. Y bueno, pues lo típico, pues piensas que es algo de tu edificio, es algo pues, local. No, no.、Ah. Eh, por el trayecto por el barrio, ya te vas enterando de cosas, WhatsApp funcionaba. No muy bien, pero funcionaba y ya me fui enterando. Pues que fue a nivel de España, a nivel de Portugal, sur de Francia. Y dices, hostias, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues, pues con cierta, cierta preocupación.、Yeah. Más que nada porque, claro, dejaba, le tocó a mi padre, por ejemplo, estaba fuera de casa. Él va en silla de ruedas, no podía subir a casa.、Yeah. Mi madre con mi padre no se podían comunicar. Al final, los vecinos lo subieron a huevo a casa en la silla, que tengo que mandarles un abrazo gordo a Marimal. a Miguel y Alberto que los subieron a huevo a casa al, al abuelo, pero bueno, cositas que pasan. ¿En qué, en qué piso vive? Si <risa>、sí, un tercero, menos mal que es un tercero, <risa>、bueno. menos mal que es un tercero, sí, pero、no. ahí está, c a r o ¿no? también estamos para eso los vecinos. Sí, y nada, antes、pues、eso, antes nos, nos contaba otro oyente、sí. que le, le pasó lo mismo con el marido, el marido es,、eh, va en silla de ruedas, tiene problemas de movilidad. Le pasó exactamente lo mismo, estuvieron esperando a ver si volvía la luz, creo que era en Madrid, pero no recuerdo bien. Esperando a ver si volvía la luz, no volvía, no volvía, al final los vecinos se hicieron cargo, en este caso creo que era un sexto, si sexto, no, se、sí. acuerdan m a s de subir al m a t e r i a A pulso. Fíjate, sí, a pulso, fíjate, a huevo. Fíjate, dice, ¿qué, o sea, ¿qué, qué panorama es eso, es eso, sí, es. Sí, sí, y sí. luego circulando, pues claro, no había semáforos, pues con mil ojos, sí que es verdad que Policía Municipal, Policía Fuera, de enseguida salieron a todos los cruces así, un poco más problemáticos. Y la verdad es que pudimos pasar una tarde relativamente, con, o sea, relativamente normal, pero、yeah. en un vilo. En claro, un vilo. o q u e ha pasado aquí? Nadie decía nada. ¡Ostras! Es que estamos hablando, Ostras, esta mañana, estamos hablando mucho esta mañana de que la radio ahí estaba, pero claro, la radio, o sea, las emisoras de radio, las emisoras locales, dependen como la, cadena, como la central de que haya suministro eléctrico para poder emitir. Entonces hay generadores. Que en cuanto se pierde el suministro eléctrico, pues actúan, saltan,、eh, entran en funcionamiento los generadores, pero también tienen una caducidad, duran lo que duran. Es como las baterías. entonces Si se te acaba el generador, están pensados para aguantar unas cuantas horas, pero lo de ayer es tan inédito. Tuvimos tantas horas sin suministro eléctrico que en algunas de, de las ciudades, en algunas de las emisoras, pues el generador se terminó. Y cuando se termina ya, ahí sí que no hay solución. Ahí no. ya no hay. Ya no hay emisión posible, ¿no? Y por eso algunos oyentes, de verdad, que, se, que os quedasteis un poco huérfanos en algún momento ya de, del día sí, de ayer. Y al final se me, se me ocurrió, dije, bueno, voy a hacer un barrido a la radio que busca automáticamente, oye, y entró a Radio Nacional. Dije, bueno, por lo menos algo me voy a enterar. Claro, ¿qué pasó? Que aquí el señor Pedrito tardó bastante en decir nada, aunque estaban en donde tenían que estar, se supone, pero bueno, quiero decir que no estaban en el ventorro ni nada, pero bueno, pues ya les fueron muchas horas. De, de, de, de apagón <risa> literalmente informativo y se、sí, descoño,、sí. ¿qué pasa、That's、aquí? p o e cierta preocupación, pero con cierta normalidad. e、eh, ocho horas, en ocho horas llegó, llegó la electricidad, al menos a mi zona, a mi barrio, a a n s h u a i n aunque ya había zonas de Navarra, de Pamplona, pues eso a partir de las tres y media, a cuatro ya fueron recuperando. Pero bueno, yo fui viendo los semáforos de la ciudad. Sí, sí. Conforme se iban enciendo e n d los semáforos, iba llegando la, el suministro. Sí. Nunca, nunca nos, ha, nos habríamos alegrado tanto de ver encenderse un semáforo、Aunque、como en el día de ayer. Carlos, cosa, fue,、sí. fue literal. Vi el primer semáforo encendido y dije: ¡ostras! s a l e l u y a a l e l u y a ¡Literalmente!、Sí. Pero bueno, ya está. Sí, bueno, la, la gente en el trayecto del autobús aprovechaba para recargar el teléfono. Obviamente no podían recargarlo en ningún sitio.、Claro. Y bueno, cosas así. v e í a s a personas en el coche, en marcha, con el motor en marcha, pues para recargar el teléfono. Cosas así. Oscar, Pero, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. A vosotros. A vosotros. Que tengas un día estupendo, amigo. Igualmente. Adiós. Adiós. Fuerte abrazo.、Chao. Casi digo esta tarde. Un, bueno, es que ayer a y e r por la tarde decías, solo que horario.、Eh, la mañana, o, hoy dices la tarde. Es normal, ¿eh? Porque. Eh, Estás haciendo especiales por encima de tus claro, posibilidades claro. y los que quedan. Todo el mundo echa un borrón de vez en cuando, ¿no pasa? No, y nada, está ¿eh? más que justificado en este es caso. r a las 6 de la tarde, dije que eran las 8 de la mañana, pero quitando eso, el resto creo que fue muy riguroso. <risa> el programa. Bueno, estamos hablando de, de generadores mucho esta mañana y en el día de ayer. Ahora mismo nos lo contaba. Nos lo contaba Oscar, los generadores que son necesarios para sustituir el suministro eléctrico, digamos, cuando se produce una situación de apagón, y que es eso que permite pues, que una emisora como esta siga sonando, una, una cadena de televisión, un grupo como este, siga funcionando, como permite que los hospitales sigan atendiendo. Pues Las necesidades de los pacientes, cómo permite que las comisarías sigan funcionando. Las residencias públicos, de ancianos. Las residencias、también. de ancianos,、mm -hmm. eso es. Los generadores. Quiero preguntarle a Héctor Esteban, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Politécnica Valenciana, sobre los generadores eléctricos, porque no es mal momento para que aprendamos cosas, aprendamos sobre los generadores. Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. En la, en la universidad tendréis generadores también, ¿no? O sea, Sí, sí, sí, pero claro, no del tamaño de una infraestructura crítica, claro. Claro, claro, claro. Bueno, los, los generadores,、eh, en resumidamente, ¿cómo, ¿cómo funcionan? O sea, ¿en qué consisten? Ayer tuvimos ocasión de explicar y de aprender todos que se alimentan、eh, de combustible. O sea, que hay.、Eh, de, ¿Todos son iguales o, o no? ¿Todos van con diésel o con, o con gasolina o no? A ver. Los de infraestructuras grandes, críticas, van con diésel.、Sí. Los hay más pequeños que también pueden ir con gasolina para un uso doméstico, por ejemplo. Si muchos habremos ido a. Eh, a lo mejor alguna feria en alguna población pequeña o algún stand que no tiene conexión a la red y que tiene un generador que hace ruido, un motorcito pequeño. Sí, Estos sí, sí. a veces van con gasolina y genera pues, lo suficiente para unas bombillas para, <risa> para el puesto de venta y、eh, ya está. Para el los,、eh, los grandes van con diésel, tienen mucha capacidad y normalmente en estas infraestructuras críticas lo que hay son dos equipos: hay una batería、eh, y un grupo electrógeno. Entonces, cuando se va la luz, la batería responde muy rápido y puede suministrar energía de manera muy rápida y dar continuidad. Y mientras tanto, la batería dura muy poco porque no tiene capacidad de, de dar mucha energía, pero la da muy rápido. Y luego, cuando, mientras la batería aguanta, se pone en marcha el grupo electrógeno, que le cuesta un tiempo, porque tiene que ponerse en marcha el motor, empezar、ah. a dar vueltas, a generar. Y entonces, a lo mejor, pues, el primer minuto, los primeros minutos, está、eh, esa batería y luego ya le cede. al Grupo electrógeno, el grupo electrógeno, tiene un depósito de combustible y puede durar, pues, desde un día o dos hasta, pues, a lo mejor cinco o seis días, depende de lo grande que sea. Y lo que hay que hacer es,、eh, pues, reponer el combustible, claro, si no queremos que deje de funcionar. O sea, la, la batería se encarga de cubrir, digamos, ese momento de transición entre el, el, el、sí. suministro eléctrico y el generador o el, el, el grupo electrógeno que empieza a funcionar, ¿no? que empieza a servir de electricidad.、Es. Sí. Sí. Y, luego, y luego hay que reponer el combustible, claro. que e s t Ayer es... Claro. a hablábamos también de esta dificultad, sabiendo que estaban funcionando muchos grupos electrógenos, generadores en distintos lugares, hospitales,、eh, edificios públicos, infraestructuras, de la necesidad de que los camiones que transportan el combustible puedan llegar al lugar donde está el generador para volver a rellenarlo. o ¿no? n Claro, el país tiene una reserva de combustibles y、eh, ahí hay que ir priorizando y atender a los sitios más.、Eh... Críticos primero,、eh, sí. Oye, ¿desde, ¿desde cuándo existen los generadores? O sea, ¿quién fue el, la l mente aguda que, que tuvo la ocurrencia de tener previsto que la electricidad primero que se, se podía perder en algún momento y que era conveniente tener una fuente de energía alternativa que a su vez produjera electricidad? A ver, el, gener, el, el generador.、Eh... De corriente alterna es algo que no se pensó como sustituto. Cuando empezó la electricidad, Edison fue el primero que. Eh, en Estados Unidos, pues ideó un sistema de distribución de energía eléctrica para iluminar, digamos, los domicilios en un entorno urbano、eh, mediante corriente continua. Y él estaba obsesionado con que la corriente continua era lo mejor. La corriente continua tiene la desventaja de que se atenúa muy rápido. Entonces necesitas cables de mucha sección y tiene mucha atenuación. Y Nikola Tesla, pues、eh, que era un jovencito que venía de Europa a, a Estados Unidos y que se integró en el laboratorio de, de Edison, él、eh, tenía la Idea de que era mejor la corriente alterna, entonces fue él el que ideó el primer, digamos, grupo electrógeno, el primer generador de corriente alterna. Entonces, con combustible, pues haciendo、eh, girar un motor, consigue generar、eh, con unos imanes, con inducción electromagnética, una corriente alterna. Y entonces, el,、eh, Edison, no, <risa> por, por, por ego, no quería. Eh, reconocer que era mejor y entonces、eh, Tesla, fuera del laboratorio de Edison, contactó con、eh, Westinghouse, que era un millonario, que lo convenció de la idea, se quedó con la patente. El pobre Tesla pues no ganó mucho dinero con aquello, pero a partir de ahí、eh, empezaron a crearse las redes de distribución de corriente、mmm, alterna.、Uh -huh. Y desde entonces existen los, los generadores de corriente alterna. Héctor, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y te deseo que tengas un buen día. Gracias, Gracias. a nosotros. El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Ingeniería de Telecomunicaciones, de los, de los telecos. Son las 12 y 32. Voy a hacer una pausa muy cortita. Si usted quiere hablar con nosotros, 914262599. Si quiere enviarnos una nota de voz, 609-831034. El asunto ya s a b é i s t e cuál es desde el día de ayer. Desde hace 20... horas, sí, ¿no? 23, 23 horas. 23 horas. Justo en este momento. 23 horas.、Uh -huh. O sea, el apagón. Más de uno. En Onda Cero. Ecológico y conectivo. Imaginemos que a alguien le han ocupado la casa y su compañía de seguros no le ayuda, Alicia. Hola, si tu aseguradora no te ayuda en casos así, di adiós y vete a la mutua, que además de ofrecerte cobertura antiocupación, te baja n el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es que es tan fácil como llamar al 91-555-5555-91-555-5555. Consulta condiciones emutua.es. n Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Es、eh, buenos días. De todas las situaciones malas se pueden sacar cosas buenas. Yo escuché en la radio que en la estación de Córdoba estaba la gente tirada por el suelo, d e s e s p e r a d o No podían obtener ni agua porque no había máquinas expendedoras. La estación la cerraron, la gente estaba afuera. Con todo el c a l o r familias con niños. Y cogí el coche y fui a recoger una familia.、Qué、Han、más. resultado o ser una gente encantadora. Pasamos una tarde, noche estupenda. Ya tengo unos amigos en Budapest para el resto de mi vida. A última hora se nos ocurrió, digo, ¿qué hago yo? Con unos húngaros hablando en inglés, una española hablando en inglés, que no nos entendíamos casi nada. Dos horas aquí, toda la noche. Los cogí y me los llevé a una visita nocturna alrededor de la mezquita. Y la mezquita de Córdoba estaba fabulosa, con gente cantando a la luz de las velas. Se, nos pasamos una noche fantástica. Volvimos a casa, nos acostamos y esta mañana, si Dios quiere, lo he d e j a d o en la estación. Si Dios quiere, cogían su tren a las nueve y media para coger un avión en Madrid. Hola, buenos días. Bueno, el día de ayer fue, la verdad, que un poco rarito, pero bueno, yo sí había hecho caso del kit S porque. Eh, soy un poquito desconfiada y pensaba que podía ser broma, pero bueno, por estar preparados no pasa nada. Entonces en mi casa pues hay cocina de butano, el, el calentador es de butano, no teníamos agua porque vivimos en el campo y entonces el motor para extraer el agua no funcionaba. Pero sí tenemos un agua que viene de una mina y entonces agua había en ese sentido, no para, para el calentador, pero sí había agua y por lo demás, pues la radio, las pilas, velas, lo que hiciera falta.、Eh, ...teníamos de todo en casa". Buenos días, Carlos Alsina, asunto apagón. Ayer me pilló el apagón en la calle con mi padre dando su paseito diario. Mi padre tiene 90 años, movilidad reducida, va con su andador. Después de esperar dos horas a que se solucionara el problema del apagón, vimos que no había solución y decidimos pues, subirlo, subirlo a, a pulso. Mis padres viven en un quinto piso y hay que sumar la escalinata desde la calle hasta el portal y luego el repechito que hay dentro del portal. Y así poquito a poquito conseguimos devolverle a casa. Y a la normalidad de su hogar y a la seguridad. Sí, que mi hija de 14 años estaba encantadísima con que no hubiese electricidad, porque decía, mamá, por favor, si、sí, es que esto le pareció fatal que a las 9 de la noche. Se restituyese todo porque dice: Pues sí, es que esto está fenomenal. Estamos todo el mundo en la calle. Hemos dormido siestas, todo el mundo en la calle, como, como antiguamente, estupendamente. Y aquí es que en Badajoz a las 12:33 fue el apagón y a las 1 menos 5 estaban todas las terrazas llenas y toda la gente saliendo de su despacho porque es que todo el mundo dijimos lo mismo: vamos a tomarnos la cerveza antes de que se caliente. Y entonces, eso es lo que hicimos. Estaba el día maravilloso, encima el lunes. ¡Oh! ¡Una locura! Buena、Hola. reflexión. Ayer, al salir del túnel de José Abascal, había tres personas con un chaleco amarillo dirigidas. Dirigiendo el tráfico. Eran tres espontáneos que se pusieron,、Anda. yo supongo que por su cuenta, dirigir el, el tráfico. La verdad, no sabes qué bien lo hicieron y cómo ayudaron a que fuera todo fluido. Todo el mundo les obedecía, ¿eh? los coches, los peatones. Hasta cuando yo estaba pasando, había un grupo de jóvenes, yo de menos de 20 años, que les estaban dando las gracias. Todo el mundo deprisa, todo el mundo obedeciendo. La verdad que fue emocionante, ¿eh? nada más entrar a Madrid, que te encuentres con eso. y aparte de eso es que hicieron una labor muy muy buena Cantidad de cosas sucedieron en el día de ayer. ¡Qué buena gente! ¿eh? Desde hacer una visita nocturna a la mezquita de Córdoba con, con la luz de las velas, eso me hace una preciosidad. Con una desconocida. u a preciosidad. Hasta descubrir cómo los ciudadanos se organizan. Una <risa> desconocida que habla en otro idioma. Sí, claro. <risa> bueno, en el, en el mismo, pero que no se le entiende. Lo que dice. Hasta, hasta esto de voluntarios、eh, dirigiendo el tráfico en una ciudad que no es precisamente fácil hacerlo. Por cierto, la comunidad de Madrid. Hago un mensaje para los madrileños que nos estáis escuchando o residentes en Madrid la comunidad de Madrid. Pide que se acuda a donar sangre por la caída de reservas que se ha producido por el apagón de este lunes. Es un mensaje que han publicado en la cuenta de Salud Madrid en Twitter. Se pide a los madrileños que acudan a los puntos de donación de sangre por el descenso en las reservas. Sé que los hospitales de la comunidad necesitan en este momento donaciones de sangre de los grupos A-, negativo, B- negativo y O- o o Cero- negativo que se encuentran en alerta roja para su donación urgente. Es un la Información del centro de transfusión que quiere que se haga llegar y, a, y por eso estamos a todos los ciudadanos. Tengo el teléfono a Gonzala.、Eh, buenos días, Gonzala, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, ya bien. <ríe> ya bien, ¿qué te pasó ayer? Hombre, pues ya está. Nosotros tenemos una granja de cerdos、sí. y la verdad todo va automático: el agua, la luz, el, las ventanas que se abren y se cierran automáticamente y, y fue un caos. Hubo que hacerlo todo a mano, pero los animales ya se pusieron nerviosos, querían comer. Y como fue todo el día, pues claro,、yeah. hubo, hubo un poquillo de follón, pero vamos, aquí vino a las 2 en el pueblo y donde tenemos la nave ha llegado esta mañana a las 9 y media. Hemos estado toda la mañana llamando a e n d e s a v e qué pasaba, de por qué no llegaba allí. a l r e m a O sea, a las 2 al pueblo, a las nueve y media a la nave donde están los. ¿cuánto, ¿Cuántos c a r d o s tenéis? Pues mil quinientos Perdóname, ¿cómo se da de comer a mil q u i n i e n t t o s a r d o s a mano? Mil q u i n i e n t t o s a r d o s enfadados. Pues, pues, <risa> pues se lo han tenido que arreglar porque los animales estuvieron esperando hasta última hora, esperando, esperando. Y ya cuando vieron que no de eso, pues ya no tuvieron más remedio, porque si no, los animales se matan entre ellos. Ah, se matan entre ellos. Se ponen o sea, violentos. Cuando, cuando, cuando claro, ¿cuánto, se ponen cuán, nerviosos. ¿Cuánto tiempo es el máximo que puede estar un cerdo sin, sin comer, sin, sin pues, recibir el alimento? más de un día, <risa> día, igual que nosotros. <risa> porque es que no, no son racionales, entonces se ponen nerviosos. Ya. Bueno, se empiezan、esto. a hacer daño, entonces pues, hubo que tomar medidas.、Claro. El pienso a paladas allí. No. Pues sí, a ver, pienso ahora el, el agua, n o Llego de madrugada, pero allí no, allí ha llegado e s t a mañana a las nueve y media.、Ya. Bueno, pero habrá sido una alegría también、está. para los 1500 cerdos, saber que han visto que se ha encendido una bombilla, por ejemplo, y ya eso tenemos les, ha, desayuno. Ya les ha cambiado el carácter. Pues sí, ya está, ya eso se ha sosanado, pero vamos, que ha sido un engorro,、Madre、y eso、mía. es nada para. Lo que por lo visto había en los capitales y eso, en las ciudades,、sí. con los semáforos y toda esta historia, en los hospitales, un f o l l o un f o l l o de verdad que además teníamos miedo, no sé por qué、ya. se infunde el miedo, porque decir tantas horas, tantas horas y en todo sitio, esto que es, nunca lo hemos vivido. e、no, no, el, el miedo siempre llega cuando no sabes cuándo va a terminar una situación que nunca antes se ha producido y que tampoco sabes por qué ha pasado. Dices,、eh, no sé por qué ha sucedido, nunca antes había pasado y encima no sé cuánto dura. Claro, inevitablemente, si no el miedo, s i por lo menos la, el desasosiego.、Si、la incertidumbre. ¿no? Y incertidumbre. El, pues sí. sí, sí. Bueno, bueno Gonzalo, mucha, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Ya vol, volvió la luz y, y, que、no、vaya, y que no se vaya. Un b e s o venga, muchísimas gracias a vosotros. Gracias,、venga. gracias, Gonzalo, por hablar con nosotros. 12 minutos para que sean las 12 de la mañana de este día siguiente, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa, si a ti te parece bien. Sí, Jorge. Estaba、Abad. pensando que 1500 cerdos son 3.000 jamones y 3.000 paletillas.、Sí. Ya, pero antes de eso, digamos que hay un proceso. Sí, sí. Proceso. Yo vi el resultado final. ¿Qué? Rico. Qué rico. Ponte tú a alimentar a mano y a dar agua a, mano, a 1500 cerdos. <risa> 1500 cerdos, que te pueden ver como comida en un momento dado. Y luego ya verás con qué alegría vas al resultado final. <risa> y sobre todo, con qué grado de cansancio vas al resultado final.、Bueno. Es que hay mil cosas, todo depende ahora mismo de todo, en,、eh, depende de la electricidad. La electricidad es el gran invento de la humanidad porque、Sin、cambió、duda. nuestras vidas en todos los sentidos. Pero claro, de, todo depende necesidad de, de la electricidad, incluidas las granjas de cerdos. Incluidos los semáforos, incluidos todos los electrodomésticos, ...los grupos de presión, de ¿no? incluido、eh, la recarga de los coches eléctricos, por ejemplo. ¿Cuántos conductores me estarían diciendo ayer, y si no vuelve, y si no vuelve, yo qué hago con, con mi coche? Un minuto, ahora mismo continuamos. Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Es oyente de este programa, pero también es compañera nuestra, Lorena Premarsillas.、Eh, buenos días, Lorena. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy bien. Aquí en Ocaña, en Toledo, que es donde me cogió el apagón.、Sí. La luz ha vuelto de madrugada. Y te puedo contar que ayer a las 4 de la tarde había una fila de 50 coches para repostar en la única gasolinera que estaba abierta en el pueblo, no caña. Funcionaba con generadores propios.、Bueno. A las 5 de la tarde fui al supermercado y esto parecía la pandemia, Carlos.、Claro. Se lo habían llevado a l d e Los todo, lineales ¿no? del pan. Sí, sí, sí.、Eh, no quedaba pan. Apenas quedaban latas. Y lo que no había, era muy difícil encontrarlo en todo el pueblo, eran botellas de agua. ¿Por qué? Porque en Ocaña el agua tiene mucha cal, el agua del grifo, no se puede beber. Entonces la gente se la llevaba por palés.、Sí. No había agua, no había forma de conseguir agua. ¿Papel higiénico quedaba? Pues me temo que sí. <risa> de eso sí. Levadura también, porque si、sí, sí. no se puede poner el horno, pues no le dio para. Efectivamente.、No dio para. Es que bueno, lo... y lo que os puedo contar también es que este pueblo tiene dos cárceles.、Sí. Y a las once y media de la noche yo me asomé, desde donde estoy, puedo ver una de, de ellas, o Cañados, y sí tenía luz. Entiendo que aprendieron de una experiencia previa que tuvieron un corte de luz de 12 horas en el año 2023, en pleno agosto, estuvieron de aquella sin luz, sin aire acondicionado, con temperaturas de 38 grados. Y entiendo que se han puesto las pilas y se ha solucionado ese asunto, y por eso ayer sí estaban con luz en la cárcel, mientras en el resto del pueblo estábamos a dos velas, literalmente. Nunca <risa> <risa> mejor dicho, e verdad. <risa> Gracias, Lorena, por contarnos cómo fue esta jornada sin luz, sin suministro eléctrico, salvo en prisión por el grupo electrógeno que tendrán. Sí, porque será una infraestructura crítica, y también, claro. Y、casa. porque por seguridad conviene no quedarse a oscuras en l a prisión. Gracias por contarnos cómo fue el, la jornada de ayer en b Ocaña. Estamos a cuatro minutos de las doce del mediodía, una hora menos en Canarias. Enseguida llegan las noticias de las doce con las últimas informaciones respecto del apagón. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y. Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta. Por fin. El programa para gente que no se duerme en los Laureles. Disfruta con Jaime Candizano de Tardes de Entretenimiento, Entrevistas y Mucho Humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero. Tu radio.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 Mi Rodríguez Sierro y Rodríguez Vila, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Jorge? Hola, José. e s t á un poco cansado bueno, porque、no, vine e corriendo de、Qué、la grabación.、Wow. Porque, claro, llego <ríe> la calle bloqueada. ¿sabes? Es que lo de ayer fue una cosa. ¿Dónde、increíble. te pilló a ti, José、ah, a mí me pilló llegando a Madrid con todos los semáforos eh, eh, limpios、ya. para ti. No, no, Apagado, con todos los semáforos apagados. Apagado, pero, pero, pero con todos los semáforos apagados. Y vi que, bueno, pues que oye, llegué muy bien a mi casa, ¿no? Sí, que sabe más circular sin s e m á f o r o s Llegué muy bien a mi casa. Y te diré una cosa: he visto cómo fluía la calle Velázquez, porque estuve mucho tiempo en la calle, yo, ayer. Eh, por la mañana,、mm. mucho porque pensaba, porque tenía que irme a comer a Opazo, porque había quedado con dos personas, no podía hablar con esas dos personas para decirle, oye, que no, ¿eh? que no, que imposible. Luego, y Luego dije, bueno, pues nada, me pondré a oír la radio, la radio. La radio. ¿No tienes radio? La、prendas? radio. o q u e no tienes o qué? Una radio tengo en cada habitación, una televisión en cada habitación, pero, pero... no de pilas. <risas> y sabes lo que hice, ¿no? Al coche. Enterado de que Carlos Alsina estaba por la tarde,、sí. saqué el pequeño Smart. Eléctrico que no sirve más que para ir al centro、para、de Madrid. Escuchar, es horror, para escuchar la radio. El me para... senté en. <risa> pero, o sea, delante estaba, de mi casa. Estaba aparcado el coche. Aparcado el coche. Dentro del coche. En garaje. Me p a De repente recibí a la visita de Coco. En el Coco coche. Coco te escuchaba、oh, también, Carlos. Muy atento,、no. Con lo cual yo estuve escuchando la radio. La radio, todo esto, me dicen: ten cuidado porque te vas a quedar sin batería. Con lo cual, cada X minutos tenía que volver a darle para que volviese a cargar. Bueno, todo, muy, todo, todo una técnica. Y no tenía radio de pilas. Bueno, tengo radio de pilas, pero todas esas están enchufadas a la red. Y esas pilas no son las pilas que yo tengo en mi casa, son unas pilas ya diferentes. Son la gordas, son las seguro, la gordas, las radios. l a h a c e mucho tiempo,、claro. etcétera, etcétera, ¿no? <risa> y entonces, pues nada, pues por la noche, pues nada, pues, pues, pues eso. Fue un, un drama, un drama todo. Un sí, drama todo.、Así. Luego tenía una vecina. La cual se puso muy nerviosa y me dijo si podía p a r a estar a la casa. Le dije que por supuesto que sí. Me dijo, tú haz lo que quieras, pero yo no quiero estar en mi casa porque estoy sola.、Ah. Luego ya vino el hijo y se la llevó. Pensé que se había querido subir al coche para escuchar la radio también contigo. No, vecina, porque no, no se me había ocurrido lo、no. de la radio hasta, la hasta que me dijeron que、ah, en el coche sí se oía la radio.、Claro. ¿Y para comer cómo te las apañaste? ¿Una latita? Oye, Porque perdona, es mítica t ú descensión. Pero vamos a ver, tú q u é tienes. Yo tengo gas ciudad. Con gas ciudad no hubo ningún no, problema. Yo tengo vitrocerámica. Claro, yo no. Yo tengo gas ciudad, claro. Yo tengo gas ciudad. Con lo cual, no me hubiera. Vamos a ver, para encender con cerilla. Para encender con cerilla, porque es de, es de,、ah. de inducción, de esas de, pero no. Que la no. chispa es automática. La chispa no, no chispa, no, porque la chispa no había luz. Por eso que no la puse. Claro. Puedes... El agua caliente tampoco, porque el agua caliente es de gas, pero de claro, gas. se necesita. caldera t También la caldera. Hay que enchufar. Con lo cual te voy a decir una cosa, era todo muy dramático, o sea, una situación fatal, fatal, fatal, fatal. ¿Y a qué hora volvió la, la, la electricidad? A tu、Yo、casa, e a es la las luces encendidas de mi cuarto para, para, que, saber para que pasara, recapasara. Y a las cuatro de, la、wow. la de la mañana se hizo la luz. ¿A las c u A t r o A las c u A t r o a las cuatro de la mañana se hizo la luz. Que yo estaba dormido, me desperté. Y sorprendentemente, que esto lo tengo que ver, sorprendentemente, a las. al poco rato llaman por teléfono. ¿De madrugada? Y cojo el teléfono en la cama. ¿Y quién era? Y entonces me dicen. La vecina.、Ehm, ¿Tiene usted la alarma colocada? Y digo, no, yo no tengo la alarma colocada. No.、Ah. Usted es la persona que va por el. Yo tengo una foto de usted por el pasillo, no, yo, no, yo no me he levantado, estoy en la cama. Entonces, claro, les monté un follón de padre y señor mío porque ya e r la segunda o tercera v e voy a cambiar de compañía. ¿Comprende lo que te digo? Porque ya no puedo más con el tema. Porque, claro, sí. Si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con la. ¿Qué pasó? Si de verdad se encendió. La, la, las bombillitas pequeñas de la alarma vi que estaban encendidas, de los visores esos que ponen, ¿no? mm. que, que te ven ellos desde sus sitios, etc. No me gustó el tema, porque yo no puse la alarma ayer, porque yo no tenía, no tenía luz para poner la alarma.、Yeah. A ver, si es que se te quedó la vecina, la vecina dentro de casa. Y es la que no, sale la vecina, el se fue. La vecina. Sin darte cuenta, fue, se te olvidó esto. Se, y se estaba fue、allí. a comer a su casa tranquilamente. a Yo, como siempre tengo productos de Gascajares, pues me tomé encantado una ternera de la jardinera.、Ah, y lo, y luego uno Besilax, ¿no? Porque es un sano, que es muy sano. Pero Besilax es fundamental en la vida, ¿por q u e Primero, porque lo recomienda. Laboratorios Bio 3. Y en segundo lugar, porque siempre y en estos momentos más, que son momentos de zozobra, de nervios, etcétera, etcétera, el cuerpo tiene que estar preparado para que funcione perfectamente. Y para eso, y para tener una buena digestión, y para que todo funcione y marche estupendamente, nada como obesidad de laboratorios Bio 3. Oigan, por favor, a los expertos. Nos vamos, nos vamos nosotros, pero enseguida comienza la programación local y regional. Nuestros compañeros de las emisoras que les van a contar detalles de, de, de, de todo lo que sigue sucediendo en el lugar donde usted reside, de lo que sigue sucediendo y de aquello que todavía no termina de funcionar por culpa del apagón. Adiós, j o s é m i Todavía no funcionan bien los teléfonos. ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, es así. Adiós, j o s é m i hasta mañana. Adiós, Jorge Abad, hasta Adiós. mañana. Adiós a todos, hasta mañana, a 6 de la mañana, 5 de la mañana, volver a empezar este programa con el ingeniero Montes y el resto del equipo. Gracias por su confianza. Adiós.